Y media. Escúchanos. Onda Campus. Radio Universitaria. 24 horas. Onda Campus. Miro para el cielo, me mira la gente. Para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan. Aquí comienza Onda Campus en Juego. Con Samuel Hernández y Mario Moreno. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero. Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder. e n mi c a s a Yo corro adelante. El cronómetro corre de l 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado, me mira el potero. r Las manos a sol y en mi infierno、no、lo impacto certero. ¡Bien!、Yeah. ¡Sue la mano e g r i t a Muy buenas tardes a todos los que nos escucháis desde h Ondacampus.es. Y a los bienaventurados que esta tarde. Haremos un trabajo de campo con un despliegue sin precedentes nunca antes visto en Onda Campus. Aquí a mi derecha tenemos a Pedro Almendro y un poco más para allá tenemos a Lázaro. Luis Marrollano, que narrará el partido entre el Villarreal y el Betis. También tendremos con nosotros a Carlos Gata, que narrará el partido entre Barcelona y Zaragoza. Con el partido del Valencia-Real Madrid tendremos a José Emiliano Barrena y a los mandos, dirigiendo esta orquesta, Jaime Fuentes. Estamos en la fiesta del fútbol y, c ó m o no, aquí tenemos a nuestro compañero del alma y superconductor, Samuel Hernández. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes a los oyentes de Onda Campus. Os preguntaréis qué hacemos aquí un sábado por la tarde, que somos muy jóvenes y no estamos por ahí de parranda. Pues estamos aquí porque nos gusta la radio, nos gusta el deporte. Y hemos querido hacer este programa emulando a los grandes. También porque está el día así estropeado, ¿no? Está lloviendo y tampoco se puede salir mucho. Pero bueno, estamos aquí principalmente por eso. Así que siéntense cómodos, preparen sus oídos y un refresquito también, porque Onda Campus se pone en juego. Y vamos a empezar con los horarios de la jornada 13 de la Liga BBVA, los partidos que se van a jugar hoy sábado. A las 6 de la tarde, el Villarreal Betis, que se lo contaremos desde aquí, desde Onda Campus. Luego, ya hasta las 8, el Barcelona-Zaragoza en el Cannes. Y a las 10 de la noche, el Valencia-Real Madrid. Voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre d e noche. Y en la segunda división también vamos a estar pendientes. Está la decimocuarta jornada que ya empezó ayer con el partido entre el g y m n a s t i c y el Guadalajara que empataron a cero. Se está jugando el Valladolid v i l l a Real que empezó a las 4 de la tarde y que acaba de marcar precisamente Manucho el segundo gol. Había marcado el primero, pues ahora, precisamente, fíjense. El Valladolid acaba de marcar el segundo en el minuto 75. Ganando en Pucela el Valladolid 2, Villarreal 0. Pero tenemos otros partidos que se v a n a las 6 de la tarde. Pedro Almendro. Buenas tardes. Alcoyano Recreativo vuelve a las 6 y al mismo horario. Celta de Vigo Hércules, Córdoba Alcorcón, Girona Sabadell, Numancia de Huesca, Real Murcia Barcelona B y a las 6 y media Las Palmas Jerez. En la segunda B tenemos también partidos extremeños en nuestro grupo cuarto. ¿A qué sí, ¿El Lázaro? Muy buenas tardes, Samuel. A todo el equipo de Onda Campus en juego. Hoy, sábado, a partir de las cinco de la tarde, se estaba jugando el Villanovense el Sevilla Atlético. Y mañana, el Sporting Villanueva Cacereño, a partir de las doce del mismo día, Lorca Atlético Badajoz jugarán a las cinco de la tarde. Equipos extremeños del grupo cuatro de la segunda división B. Vamos también a las ligas interna internacionales, empezando por Inglaterra. En la Premier League、eh, hay muchos partidos que han empezado a las 4 de la tarde y que algunos están cerquita del descanso. Actualizaremos próximamente el resultado. De momento, los resultados que tenemos son Everton 0, w o l v e s 1, Manchester City 1, Newcastle 0. Stoke City 1, q u e e s b a n k Rangers 1, Sunderland 0, Fulham 0 y w e s t b r o m 1, Bolton 1 y Wigan 2, Blackburn 1. El finalizado ha sido el partido del mediodía entre el Norwich City y el Arsenal. 1 a 2. Empezó a las 2 menos cuarto ese partido. A las 6 y media comenzará el Swansea Manchester United. Vámonos ahora a la Liga Italiana. Pedro Almendro, ¿qué partidos vamos a ver en la Liga Italiana? Pues a las seis de la tarde el Inter de Milán se enfrentará al Cagliari, a las nueve menos cuarto s el Napoli-Laccio y a, también a la misma hora, a las nueve menos cuarto, s Fiorentina-AC Milán, que será el próximo rival del Fútbol Club Barcelona en la Champions League. Y ahora vamos hacia Alemania. Lázaro, los partidos que se están disputando en Alemania. Pues a las tres y media de la tarde ha sido aplazado el Colonia Mainz, que debía de haberse jugado a esa hora, y ya daremos noticias sobre qué es lo que ha sucedido. Y a las seis y media jugará el rival del Villarreal, el virtualmente eliminado equipo de Castellón, el Bayern Borussia de Dortmund. Damos resultados de partidos ya jugados, todos a las 3 y media: Friburgo 0, Hertha de Berlín 2, Mochengladbach 4, Bremen 0, Salke 3, Nürnberg 0 con un gran Raúl, Wolfsburgo 2, Hannover 96-1. También estamos pendientes de los demás rivales de equipos españoles en Champions, como por ejemplo el rival del Real Madrid, el Dinamo de Zagreb, que ha vencido por 0-3 al RNK s p l i t Y el j e n k el rival del Valencia,、eh, juega a las 8 de la tarde con el Westerlo belga. Bueno, y luego en el baloncesto estamos、eh, pendientes del partido de Fuenlabrada、Gar、Gran Canaria. Y eso en baloncesto, pero ahora también miramos otro deporte, el balonmano, entre Lázaro Caldera y Pedro Almendro. Nos van a contar qué está sucediendo en esta jornada 10 de balonmano. Bueno, pues finalizado el Academia Octavio Fútbol Club Barcelona Interespot, r 22-35 para el Barcelona. Antequera Real de m a r l e n perdón, León, 24, 24 empate. Huesca, 20, Torrevieja, 23. Y por jugarse el c o a v i t b a l o n Mano Guadalajara, Valen Mano Atlético, hoy,、eh, mañana sábado, perdón, a las 6 de la tarde. A las 7, Caja 13,、b b b、BM, al, al ser Puerto Sagunto. Y a las 7, misma hora, Ciudad Encantada, Fabric v a l o n Mano Granjers. Una hora más tarde, 4 rayas, rayas, BM, Valladolid, Naturhaus, La Rioja. Y a las 8 y cuarto, Maya Esposa, San Antonio, El b e t i Andantechú. Eso es todo lo que vamos a ver en la jornada de hoy, desde aquí, desde Onda Campus, que se ha puesto en juego, se puso en juego desde a, a las cinco y media que hemos empezado. Son las cinco y treinta 36, y una pausita, y volveremos, a,、eh, volveremos después para comentar algo de lo que vamos a ver en esta jornada. Estaba cansado de hacer siempre lo mismo. Empiezas el curso, llega el invierno, y otra vez el mismo rollo. Hasta que vi uno de esos carteles que hay por el campus y me dije, ¿por qué no? La hablé con mis amigos, se animaron. Y hoy soy el director de mi propio programa. Me divierto tanto y me viene también para desconectar. ¿A qué esperas? Onda Campus. Porque me gusta la radio. Porque me gusta el deporte. Porque me gusta estar informado. Porque me gusta divertirme. Por todo esto, escucha Fuera de Juego, de lunes a jueves, de 3 a 4 de la tarde en Q Radio, en el 97.0 de tu FM. ¿Te lo vas a perder? ¿Por qué? Porque nos gusta la cultura. Onda Campus. Sonamos contigo. Escucha la mejor música con, con música con nosotros. Baila, desmelénate. Disfruta del momento. Disfruta de Onda Campus. Sonamos contigo. Tú jugarás de portero e intentarás en todo momento jugar con el pie para darle una mayor salida al balón. Tú serás el lateral y doblarás al extremo para darle una mayor fluidez al ataque. Vosotros, los mediocampos, buscaréis un juego combinativo. Y tú, el delantero, tendrás un único objetivo: marcar gol. Y yo, mister, y yo. Tú, tú, tú quédate escuchando fuera de juego. Practica todo el deporte con o n a Campus, tu radio universitaria. Sonamos contigo. Escucha la mejor música con nosotros. Baila, desmelénate. Disfruta del momento. Disfruta de Onda Campus. Sonamos contigo. ¿Sabes que en Onda Campus hacemos que con nuestras voces todo sea posible? Descubre el poder de los sueños. Te damos cultura. Onda c a m u n www.ondacampus.es De los 70. Española Internacional Dance Toda la música que quieras escuchar está en Onda Campus go, go, go, go. música del futuro, ya la. オンダキャンプス・エン・ジ e r ゴ、ボン・サ e ア・エン・アン・ディ・マリオ・モレノ。 ピューレーシとを知っいるとき Onda Campus,、eh, estamos hoy aquí a las、eh, 17.41 minutos de la tarde, hoy sábado, y bueno, tenemos unos partidos, compañeros,、eh, bastante interesantes. El primero que vamos a, a vivir y que lo va a estar nar narrando nuestro compañero Luis Marroyano se trata del Villarreal Betis. ¿Cómo veis、eh, a los componentes de un equipo y otro? A ver, ¿qué tal el Villarreal? Porque viene. De hacer unos partidos un tanto mediocres, algunos、eh, indican que están haciendo partidos mediocres, ¿cómo lo veis vosotros? Pues yo creo que la mejor opinión la puede dar el que va a vivir ese partido, Luis Manuel, que se puede presentar aquí en Onda Campus. Bienvenido, Luis Manuel. Bienvenido, gracias a, a todos por haberme acogido aquí. Eh, un Villarreal que, que b、bueno, u está n o que e muy irregular desde el principio de la temporada, desde de, de, de que ya sufrió para, para eliminar a Lodense n la previa de la Champions. En esta competición no ha sumado cero puntos, ya que ahí se ve un poco el momento de forma que tiene el equipo. Y luego el Liga tampoco parece que, que esté levantando mucho, mucho el vuelo. Bueno,、sí. pero te vas a divertir seguramente narrando. Sí, a buen seguro. Son, tanto el Villarreal como el Betis son dos equipos que,、mm -hmm. que, que juegan sin inhibiciones, son dos equipos que les gusta el fútbol. Y se, a buen seguro que va a ser un gran partido. Bueno, pues, a partir de las seis de la tarde. Aquí con Luis m a que va a estar、eh, narrando ese partido entre el Villarreal y el Betis. Pero ha acabado un partido en Alemania, ¿no es así, compañeros? El, un, un equipo muy conocido por todos, por, sobre todo por los que son muy raulistas. El Salk e 0-4 de Raúl y de Jurado ha ganado, ¿no es así, Lázaro? Así es, Samuel. Salk e 4, Nuremberg 0 con un gran Raúl y un gran j u n t e l a r antiguo delantero de Real Madrid. Dos goles para j u n t e l a r uno para Raúl y el cuarto Holtby en el minuto 75 de la segunda parte. El Salk e así se pone líder de la Bundesliga. A expensas de lo que hagan el Bayern y todos los que están por arriba, el Bayern y Bolsa de Dormu. t n d Bueno,、pues、ahí está el resultado de Iselke 0-4, goleando y bastante bien en la liga b b v a Volvemos al partido del Villar Albetti, no es así, Mario, porque aunque luego Lu Luis Manos va a certificar la las alineaciones que hay, de momento, ¿qué equipo puede presentar ambos conjuntos? Bueno, yo tengo, yo tengo muy claro que, que el Villarreal, con todas las sesiones que, que acarrea, Eh, no sé si son lesiones provocadas por el, la baja forma del Villarreal, o e s、pues、que realmente、pues、este equipo、pues、está viniéndose a menos. Tenemos,、eh, supuestamente tendremos a Marco Rubén como delantero. Hernán Pérez estaba dando buen rendimiento y yo creo que va a ser un partido animado porque además también el, el Betis viene con mucha necesidad.、Eh, yo quiero ver a Rubén Castro volver a sus andadas, como comenzó、uh -huh. en、eh, las primeras jornadas.、Eh, el, el gran Irinei, que está siendo la referencia de este equipo,、eh, el último p a s e l o d a él, y, y me gusta mucho cómo juega este Betis. Este Betis.、Eh, vamos a ver qué es lo que nos puede decir.、Eh, Eh, por ejemplo, Lázaro, a ver qué nos puedes decir de, de este equipo, el Betis. Bueno, pues podemos decir del Betis que yo a principios d e campeonato dije que era el Hércules de la, de la Liga 2011-2012. Todo el mundo estaba pendiente de él, parecía que iba a comerse el mundo y bueno, ya vemos cómo ha descendido su rendimiento. Mucho gracias al malestar de Beñat y su medio del campo, que en los últimos partidos lo hemos visto bastante renqueantes. Pero bueno, tengo fe en el Betis. Creo que va a hacer una gran temporada y no sería de extrañar que lo viéramos peleando por Europa el próximo, el próximo curso. Sobre todo a seguir un chaval que va a jugar hoy, seguramente de titular, que es、eh, Alejandro Pozuelo.、Eh, gran jugador, chaval, sí, señor. Un chaval a seguir de la cantera. El, hemos visto también a jugadores como Badillo, que esta temporada, aunque estén lesionados, pero van a ser jugadores también a seguir.、Eh, vamos a Alemania otra vez.、Eh, no es así, Lázaro, otro partido finalizado. Pues、eh, así es. Finaliza el Wolfsburgo 4. Eh. ¿Cuál e r al otro almendro que me tiene aquí los resultados, a m i g o Wolfsburgo 4, Hanover 96. Hanover 96. 1, finalizado ya, ¿se pone el Wolfsburgo en qué posición? Pues el, el Wolfsburgo se pone,、eh, sube hasta la. Hasta La hasta la séptima posición con esta victoria. Bueno,、eh, está bien, está bien. Ahí, aunque h í a nos cueste un poco, pero es que estamos aquí liados de papeles, liados de ligas internacionales, mucho que contar.、Eh, por cierto, el partido que se ha suspendido, el Colonia Mines,、eh, la noticia que tenemos es、eh, porque su árbitro, el árbitro que iba a narrar el partido,、eh, A, había saltado a los medios con que quería suicidarse el hombre. <risa> y, no me extraña, de e o r o que te digo. El h o m b e claro, que es la serie. ¿eh? Es lo que íbamos a comentar cuando hemos dicho en las noticias de, sobre los partidos de Alemania que se había suspendido el partido y bueno, leyendo e l teletipo e Naus.com,、uh -huh. eh, se ha encontrado en el hotel a l árbitro del Colonia Mainz. Eh, está vivo, de, de hecho、hombre. hemos podido leer ese teletipo, y, pero con marcas, con marcas en, la, en las muñecas o por el intento de suicidio. Pero fíjate, ¿qué pensé vosotros para que una persona se le pase eso por la cabeza? n o Hombre, un árbitro en una liga como la alemana, que la verdad es,、eh, es, es bastante más digamos, más frenética que la española n o en cuanto al nivel de las aficiones, mucha violencia en los partidos, mucha, mucho frenetismo y fanatismo. Y bueno, no sabemos la presión que p o d í a tener este hombre, pero para hacer una cosa así debería ser mucho, sin ninguna duda. Bueno, ya informaremos desde aquí, desde. Onda Campus o los próximos programas de Fuera Juego a ver qué ha pasado. El, el hombre se llama Babak Rafati. Onda Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Antes de ponernos a comentar más cosas de lo que va a haber esta tarde, recuerdo que la jornada de la Liga BBVA sigue mañana. No se lo podemos contar nosotros, pero sigue mañana, la decimotercera jornada, el domingo a las 12, Real Sociedad e s p a ñ o l A las 4 Sporting Getafe y Osasuna Rayo. A las 6 Sevilla Athletic Club. A las 8 Atlético Madrid Levante. Y a las 10 el Granada Mallorca. Para el lunes a las 9 se deja el Racing Málaga. Y a punto de finalizar está en la Liga Adelante el Valladolid、eh, Villarreal B. Sigue ganando el Valladolid 2 a 0. Está en el en minuto 90 casi. Ya hablaremos de cuánto se ha añadido. Y de cómo ha finalizado el partido. Ya recuerdo los dos goles de Manucho. Y ahora Mario. Eh, querías comentarte un poco del partido que vamos a tener hoy、eh, la Liga BBVA a las 8 de la tarde, que narrará posteriormente Carlos Gata、eh, sobre el Barcelona-Zaragoza, ¿no? Sí, un partido que la verdad es que se ve atractivo en principio por, por las alineaciones, sobre todo por parte del Barcelona, que parece ser que Isaac Cuenca se ha hecho un, un lugar en este equipo, en el gran equipo del Barcelona. Luego, en detrimento de la fita, estamos viendo u n gran barrera. Y yo creo que puede ser un partido animado, porque además el Zaragoza está mostrándose、eh, bastante agresivo、eh, de cara a la portería contraria, siempre que juega, pero tiene ese, ese hándicap. No, no es capaz de hacer、eh, los goles, evidentemente, que te puede hacer un Real Madrid o un Barcelona, es evidente. Tendremos、eh, además al gran Roberto, el portero del Zaragoza. Yo le voy a llamar el segundo santo de la liga española, Roberto. Es un gran portero. Yo creo que está por detrás de solamente Tigger Casillas hoy día.、Uh -huh. Os puedo asegurar que el Zaragoza está en el puesto que está porque, porque gracias a este portero ha salvado bastantes goles. Podéis, hacer, podéis ver los resúmenes que bueno, ya v e r é i s La crónica de Mario Moreno.、Eh, Pedro Almendro,、eh, ¿ha habido algún gol importante de algún equipo extremeño? ¿no? Pues sí, Extremadura 1, Merida 0, gol de Rodolfo para los locales. Y nada, el Mérida que sigue sufriendo en la tercera división. Aquí hay algún emeritense, por lo que veo, ¿no? Ay,、bueno. Que le ha molestado dos. el gol, ¿no? O dos. o dos. A dos aquí, ¿no?、Los、bueno,、domano. pues ahí está, el gol de Extremadura en la Liga delante.、Eh, vamos a escuchar ahora、eh, un poco de la rueda de prensa de Guardiola y a partir de ahí vamos a comentar, porque ha hablado sobre Leo Messi. Bueno, ahora parece que ya sí está preparado、eh, lo que ha dicho Guardiola en esa rueda de prensa. Vamos a escucharlo. No, ¿verdad? ¿Queréis d verdad e que no juegue Messi? Decídmelo, si queréis que no juegue, me lo planteo. ¿Hay De verdad. d algún problema que lo ponga mañana a jugar o no? ¿Hay más posibilidades que no ganemos si juega, no juega Messi? ¿Os interesa? Ok. Decidad. De... Es decir, darme lo que queráis, pero dejarme el derecho de poder decidir si le hago jugar o no le hago jugar. Así,、pues、piensas bien. Sí, sí, es así. Es、no. decir, le quiere jugar, pero es que Fontas también, que es el que menos ha participado, también quiere jugar todos los partidos, todos. Pero hasta el día de hoy hago la charla, les pongo el vídeo del contrario, les digo, estos hacen esto, intentaremos ganarle así, y al acabar de todo digo, hoy juegan estos. Yo creo que todos quieren jugar siempre, no solo Messi,、eh, todos. Si、sí, es cierto que él le gusta participar, hay muchos que, bueno,、eh, le gusta participar. Él, su vida, lo que le llena es el fútbol, el juego. Lo demás, tiene una vida muy tranquila, con su familia, con su gente. Muy, muy, una vida muy, muy de casa, muy familiar, donde tiene pocas más inquietudes, donde el fútbol es lo que le llena. Porque Javi tiene todo el derecho que le guste、no、le, le en otros equipos o no le guste cómo juguemos, solo faltaría. Es decir, Javi,、uh, dentro de su experiencia, de, de lo que ha ganado, de lo que a p a r t i d e la suerte de, de trabajar con él,、no、como, como entrenador y como, como persona, si, si dice que el b a r s a veces le aburre, pues le aburre. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Intentaremos hacer lo mejor para no aburrirle. Pues eso es lo que decía Pey Guardiola, un poquito enfadado al principio con el tema del de Leo Messi, ya que yo, la prensa ha saltado con que Messi está cansado o no, y ha, y ha recibido mucha presión Pey Guardiola en ese aspecto. No sé qué opinaréis, compañeros. Bueno,、eh, es normal que la prensa se le eche encima a Guardiola cuando se trata de Leo Messi.、Eh, está claro que el astro argentino está muy cargado d e minutos en el Barça y, y yo creo que necesita un descanso y llegará el día en el que lo necesite. Lógicamente a Guardiola le enfada esto porque, claro, é l como bien ha dicho. Él es el que tiene la llave para decidir si juega o no juega y le molesta. Le molesta que se lo recuerden el, el, la carga de minutos que tienen sus jugadores y en、sí. concreto Messi. Lo mismo le pasó el año pasado con Xavi y con Iniesta y salió al quite también. Pero bueno, se demostró que cuando falta, cuando falta Messi, pues el Barça sufre, pero no creo que este año le pase lo mismo que el año pasado. Bueno, será titular seguramente hoy ante el Zaragoza、eh, o no. Habremos、eh, la sorpresa, pero creemos que sí. Eh, rápidamente, está aquí Pedro a l m e d r o que no da abasto.、Eh, me cuentan desde la segunda división que ha marcado el Villarreal B, ¿no es así, Pedro? Pues sí, ha marcado el, el, el, Valladol, el, el Villarreal, perdón, el, el primero de su cuenta para, para finiquitar el partido, aunque ha perdido, y ha marcado rueda en, en propia puerta. Ya ha finalizado el partido porque se habían puesto cuatro minutos de descuento, ¿no es así? Sí, y, y nada, que el Valladolid se puso 2-0 en el marcador. Y el Villarreal, aunque el Villarreal ve, recordemos, aunque metió un gol a última hora, no pudo evitar la derrota. Bueno, pues ahí está la victoria del Valladolid,、eh, escalando posiciones, ya que estaba en la fase de ascenso. Con esta victoria、eh, podría meterse incluso tercero o cuarto, dependiendo de lo que hagan después equipos como el Celta, incluso el Deportivo. h a b l e m o s un poco al debate que estamos manteniendo sobre Messi, son las 5 y 53,、eh, quedan 7 minutos ya para、eh, conectar luego con, el, con Luis Marroyano, ahí para contar el Villarreal Betis. Y estamos comentando de Leo Messi.、Eh, Mario. La opinión de Guardiola que decía: si quieren,、eh, queréis que juegue Messi, hombre, t o d o lo queremos, ¿no?、Eh, no iba a ser para menos el espectáculo del Barcelona o Messi. ¿Está claro? ¿no? no, está claro. Lo que pasa es que, bueno, Guardiola siempre sale un poco a la defensiva de, de su gran jugador, porque también hay que tener en cuenta la, la carga de, de partidos que lleva, que lleva Messi, ¿no?、Eh, ha hecho un viaje enorme en estos partidos internacionales.、Eh, yo creo que Guardiola ha estado esperando a ver q u e ¿Qué tal se recuperaba Messi de esos viajes y, y bueno, de esos partidos? no?、Eh, está claro. Yo creo que si Messi está, está bien, yo creo que va a jugar.、Eh, otra cosa es que juegue a lo mejor、eh, medio partido o, o que juegue todo el partido. Yo creo que,、uh -huh. que Guardiola siempre va a utilizar a Messi porque es su, su arma. De todas formas, estamos, a, estamos ante un Zaragoza que no es un equipo a batir、eh, en principio. No es un equipo como puede ser, por ejemplo, un Valencia, un Sevilla. Eh, que son equipos mucho más duros de ganar y, y tienen un potencial físico mucho más, más fuerte, incluso que el Zaragoza. Ahora, eso sí,、eh, en caso de que juegue Messi, a mí me gustaría también ver a, a Isaac Cuenca. Estoy、eh, bastante feliz de que un jugador de la cantera esté ahí y que, que dé el espectáculo que dio en, en el último partido que jugó, encima Marcon、uh -huh. Gol y todo. O sea, tengo ganas de ver este partido, es、eh, muy atractivo, me parece a mí que va a ser atractivo para, para el espectador. Así que bueno, pues、eh, pasamos a, a otro, al otro partido que tenemos hoy y se trata del、sí, Valencia-Real Madrid.、Eh, es, antes, es... antes de empezar,、eh, porque ya hay alineaciones confirmadas, me cuentan el partido de las 6 de, la de, de la tarde entre el Villarreal b e t i s A ver, cuéntame, Pedro. e l Madrigal,、Vamos. confirmada la alineación del, del equipo del Submarino Amarillo con Diego López bajo palos, Mario Musacho, Gonzalo y Catalá en la defensa, Borja Valero, Joan Oriol y De Guzmán en el centro del campo y en las bandas. En las bandas Hernán Pérez y arriba Marcos Rubén. Bueno, pues más o menos lo que comentábamos y del Betis, la alineación. Pues para el Betis estará Casto r en la portería, Isidoro Ustari, Dorado y Nacho en la defensa, Cañas, i r i n e i Beñaz en el centro del campo, por las bandas Pozuelo y Rubén Castro y arriba Molina.、Bueno. Bueno, pues、eh, luego Luisma estará pendiente de lo que ocurra en ese partido. Ahí están las alineaciones confinadas del partido que va a comenzar dentro de cuatro minutos exactamente, las cinco y c i n c u e n t a y seis.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 Que no te lo cuenten.、No no、cuente. cuente. Onda, Onda Campus. Campus. Jugarás、e、jugar intentarás para darle una a portero de todo e en momento el pie con m Y o r serás lateral salida al balón.、Puserás、el Tú yo, d b l al a r r á s e e x t Mister, o mayor para darle una l u f d e ataque. z al o o r o los s m d i o o c c a a m p s s b u é i combinativo. s un juego combinativo. y tú, el delantero, tendrás un único objetivo, único el gol. marcar un yo, m i s tú, e r o t tú, tú, ¿Tú quedaste escuchando fuera de juego. www.ondacampus.es De los 70. Española. Internacional. Dance. Toda la música que quieras escuchar está en. Onda Campus. f a v o r i Club Radio. Simplemente. Buena música. Además, os traeremos todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección Mente y Materia, con TAO 2012. pasado de escuchar siempre lo mismo? ¿Los canis de tu barrio ponen el equipo a tope los lunes por la noche? ¿Tu abuela no prepara los garbanzos como antes y te levanta a las 10 de la mañana en Año Nuevo a sabiendas de que te acabas de acostar? Para lo último no tenemos solución. Para todo lo demás, ¡hagas el rock! Las biografías más calientes, los temazos más cañeros. Las noticias de actualidad. El rock más duro ha llegado a tus altavoces a través de Hágase el Rock de Onda Campus con Juan Frank y Suru. No te lo pierdas porque es brutal. Onda Campus en juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Ahí está, nos vamos、eh, de ronda informativa, las seis en punto, y comenzamos por la primera división, porque de,、eh, habrá comenzado el Villarreal Betis, que nos va a ir contando、eh, Luisma, y a las ocho el Barzona Zaragoza, a las diez el Valencia Real Madrid. En segunda división, el partido finalizado ayer entre el Gimnasio y el Guadalajara, empate a cero. El partido de las 4 de la tarde también finalizado: Real Valladolid 2, Villarreal B1. Los siguientes partidos, Pedro. A las 6 de la tarde ahora comienzan el Alcoyano Recreativo de Huelva, el Celta de Vigo Hércules, Córdoba Alcorcón, Girona Sabadell, Numancia Huesca, Real Murcia Barcelona B y a las 6 y media, Las Palmas Jerez. Y en segunda B, Lázaro Caldera, ¿cómo va el Villanovense s e Villa Atlético? Pues segunda división B, grupo cuarto equipos extremeños, Villanovense Atlético al descanso 2-0 para el equipo Villanovense. Y mañana domingo a las 12, Sporting Villanueva, Cacereño y a las 5, Lorca Atlético Badajoz. tercera también ha finalizado un partido, Lázaro? Pues en tercera división no, también nos ha finalizado jugando desde la 5 en Extremadura Mérida, va ganando la Extremadura 1-0 con g o l d e Rodolfo. Ahora vamos de ligas internacionales. En Inglaterra han finalizado ya algunos partidos, como el Stoke City QPR 2-3 ha ganado el Queen's Park Rangers, el Sunderland 0-Fulham 0, el West Bromwich 2-Bolton 1, el Manchester City 1-Newcastle 0. El Wigan 2, Blackburn 1 y el Norwich City 1, Arsenal 2, que había finalizado el partido que había comenzado al mediodía, a las 2 menos cuarto. <risa> Vamos ahora a la Liga Italiana con Pedro Almendro. En el calcio tenemos a las 6 de la tarde el Inter de Milán comienza ahora contra el Cagliari, a las, a las 9 menos cuarto el Napoli Laccio y también a la misma hora, a las 9 menos cuarto, el Milan, que es el próximo rival de Fútbol Club Barcelona, se enfrentarán en la Casa de la Fiorentina. Y ahí finalizamos con Alemania, con la Bundesliga en el tema del fútbol. Vamos, Lázaro. Pues en Alemania, en la Bundesliga, partidos de las 3 y media finalizados, a excepción del Colonia Mainz, que ha sido aplazado: Friburgo 0, Erta h de Berlín 2, Mochengladbach 4, Bremen 0, Salke 4, Nuremberg 0, con 2 goles de j u n t e l a r y 1 de Raúl, y 4 goles para el v o s b u r g o 1 para el Hannover.、Eh, a las 6 y media, el rival del, del Villarreal, virtual eliminado en el grupo de la muerte de la Champions League, jugará contra el Borussia de Dortmund. Recuerdo que el Dinamo de Zagreb ha ganado 0-3 al RNK Split, que es el rival próximo del Real Madrid de la Champions, y que el Gen, el rival del Valencia, juega a las 8 en el Westerlo belga. Vamos a otros deportes. Vamos con baloncesto, Mario. Bueno, pues en el, en el baloncesto tenemos、eh, 5-2,、eh, favorable a Fuenlabrada, y vamos a ver qué tal va este partido. Y finalizamos ahí con Balonmano Lázaro,、eh, Lázaro y Pedro Almendro.、Eh, Academia Octavio 22, Fútbol Club Barcelona, Interesport 35. Y Antequera Reales de Mar León empata 24. Huesca 20, Torrevieja 23. Por jugarse la,、eh, habrá empezado ya a las 6, Cuavit Balonmano Guadalajara, Balonmano Atlético. Dentro de una hora, Caja 3 BM, a l s e r Puerto Sajunto. Y a las 7, dentro de una hora también, Ciudad Encantada, Franklin Balonmano Granollers. Y luego a las 8, 4 rayas BM Valladolid, Naturhaus La Rioja. Y a las 8 y cuarto, Amayaspor San Antonio, el 20 de Amadesuna. Todo en la ronda informativa, desde las 6 de la tarde, vamos a conectar con el Madrigal. Onda Campus en juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Cuando se van a cumplir cinco minutos de juego, cero por cero en el marcador. Cuando la intenta controlar, b e ñ a t recibiendo sobre m u s a c c h i o se va muy bien el Vasco. Sin embargo, ha recuperado el conjunto amarillo por mediación de Mario Gaspar, que se lo hace en el centro del campo. Perdió nuevamente el Villarreal. Cero cero en el marcador, Samuel. Ahí lo está contando Luis m a c e r o c e r o el partido que ha empezado la, la, liga de B, la Liga BBVA a las 6 de la tarde. Llevamos 5 minutos de juego.、Eh, aquí está, ha empezado ya el partido、eh, que habíamos comenzado con las alineaciones que ya habían sido confirmadas por Pedro Almendro. Y como digo,、eh, partido bastante importante para ambos conjuntos, para volver a subir escalones, para subir posiciones, ya que llevan varias jornadas ahí que, perdiendo muchísimos puntos. ¿Y alguna cosa que comentar del Villarreal Betis? Bueno, pues. Es pronto, verdad, es, es pronto, pero. p e r o la verdad es que, como mínimo, a priori, partido dramático, porque recordemos que, que el, el Villarreal lleva dos jornadas con 3-0 en contra, o sea, dos partidos perdidos, y el Betis, pues tampoco está mucho mejor, porque la verdad es que lleva tres partidos consecutivos perdidos, bueno, tres no, estoy mirando, y, y cuatro desde el empate contra el Málaga, entonces.、Uh -huh. Eh, el que pierda aquí、eh, se queda muy tocado y se queda n tocado el equipo y se quedan tocados los entrenadores. Cuidado, no, con, cuidado con el entrenador del no Betis. No s sí, están los dos bastante comprometidos. Bueno, el entrenador del Betis、eh, comentaba hace unas semanas, comentábamos aquí en Fuera de Juego que, que bueno, cuenta con el respaldo de, de la directiva, cuenta con, sobre todo con el respaldo de la a f i c i ó n que es lo más importante. Pero bueno, está claro que los dos equipos, como bien ha dicho Pedro, es un partido muy dramático porque los dos se quedan muy descolgados si pierden. Y bueno, sobre todo la situación del Villarreal, ¿no? que lo hemos conocido en su máxima gloria, en su máximo esplendor, y la verdad es que es un poco triste verlo así. Y el Betis, pues bueno, a seguir manteniéndose porque al fin y al cabo lo único que quiere es la permanencia. Pues aquí se lo estamos contando, en Onda Campus está en juego con el Villarreal Betis. www.ondacampus.es De los 70, española, internacional, dance. Toda la música que q u i e r e s escuchar está en Onda, Onda Campus. Campus.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 La historia no se lee, se escucha. No te pierdas la segunda temporada de Personas con Historia. ¿Estás preparado ¿Te esperamos? para tomar el control? ¿Estás preparado para tomar el control? Te esperamos. Si te atreves. ¿Te atreves? Onda Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Pues aquí seguimos cuando son las seis y diez casi de la. De la tarde, aquí en, el, en este sábado lluvioso, aquí en Badajoz. Estamos aquí contándoles todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, y conectamos con el Madrigal, con Luis Ma, que nos va a contar un poco cómo va ese partido entre el Villarreal y el Betis. Dale, Luis Ma. Partido de alternativas, los dos se quieren acercar, los dos se quieren quitar la timidez de encima. Ha habido tarjeta amarilla para Isidoro por parte del Betis, una llegada con peligro por el Villarreal que、eh, s o l i v i a n t ó como pudo Casto, el meta extremeño de Pueblo Nuevo del Betis. Pero no pudo ser para el Villarreal. Ahora va a sacar el córner Borja Valero cuando se cumple el 10 de la primera parte. Levanta el brazo Borja Valero, la pone en órbita. A punto de marcar el Villarreal, se marachó、eh, por línea de banda. Pues ahí está, a punto ahí en esa ocasión el Villarreal.、Eh... 0-0 sigue el resultado y algunos ya、eh, han empezado también en la liga adelante.、En、las 6 de la tarde, eran, recuerdo los que se jugaban, era el Alcoyano Recreativo de Huelva, que es el único equipo que de momento ha marcado un gol 1-0, con gol de gato de penalti. El Celta de Vigo Hércules, Córdoba, l Corcón, Girona, Sabadell, Numancia, Huesca y Real Murcia, Barcelona B.、Eh, le iremos contando lo que hayan ocurrido en estos partidos. También finalizados en la liga inglesa, definitivamente el Everton 2,、eh, Wolves 1. Manchester City 3, Newcastle 1, Stoke City 2, Queenspack Ranger 3, Sunderland 0, Fulham 0, West Bromwich 2, Bolton 1, Wigan 3, Blackburn 3 y el Norwich City 1, Arsenal 2. A las 6 y media comenzará el Swansea Manchester United... y aquí se lo contaremos, aquí en Onda Campus. Son las 6 y 10, compañeros, estamos metidos en ese partido en el Madrigal.、Eh, ¿Qué más hay que contar aquí?、Eh, aunque todavía sigue siendo pronto, 10 minutos de juego. Ma, Luis Ma, conectamos. 11 ya, ha habido faltas sobre Borja Blairo tras una buena jugada、eh, individual del canterano del Real Madrid. De nuevo levanta el brazo, al igual que hizo en el córner, pone el balón en juego en la falta.、Oh, hay un barullo en el área, se la intenta llevar ahí. ¿Cómo puede el Villarreal? Intenta centrar, sacó a córner el Betis,、eh, se acerca con peligro el Villarreal. El centro era de Marco Rubén. Bueno, llevando la iniciativa el Villarreal por lo que estás comentando, ¿no, Luis m a Así es, de momento una tímida llegada del Betis, aunque sin tiro. Ahora ha tenido dos llegadas seguidas. El Villarreal acosando la meta de Casto. Cuando se disponen a sacar el córner que acaban de provocar, parece que se va a sacar ahora. Y ahora mismo la lleva el empalme. ¡Arriba! Se marchó arriba el remate de Gonzalo del Central. No pudo con controlar bien el argentino. Y se marchó arriba. 12 minutos, 0 por 0. Hay que ver ese, ese tema jugada, cómo Gonzalo se ha tirado ahí como un tigre. ¿eh? Yo creo que se, este no, partido. Se le, se le nota que es central el pobre Gonzalo. Porque <ríe>、sí. vaya remate. Sí, sí, vaya、vale. remate por encima del larguero. Oye, Oye, ¿Qué os parece que el Villarreal esté sonando ahora una terna de delanteros para fichar? Hombre, tiene lesionado a Rossi y está tirando ahora de Marco Rubén.、Eh, Están sonando por ahí Saviola、sí. en la vuelta. ¿Qué os parece que estén sonando esos nombres? A mí me parece que, que esto se debe a que algún jugador del Villarreal, delantero en concreto, puede salir en este mercado de invierno. ¿Quién?、Eh, Di nombre. Se... ¿a el... ¿a qué, ¿Quién s te parece a ti que está lesionado y que no está jugando? <risa> Rossi. El señor Rossi se quería ir al Inter de Milán este, ¿Sí? en este invierno. Y ya se comentó en este, este verano. De hecho, el hecho de quedarse en Villarreal. Eh, suponía la entrada de, de, de este equipo de Villarreal en Europa. De no entrar en Europa se hubiera ido este verano. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, tal y como están yendo las cosas, me parece a mí que esto pinta más que, que se va a ir que va otra cosa. Sabiola, ¿Sabiola sería a a i o l s un fichaje tremendo para el Villarreal Sabiola, y además le daría. Sabiola lleva tres goles en lo que llevamos de Liga Portuguesa. Bueno, está estupendo entonces. Menos llevo yo. <risa> tu... Eso sí, eso sí. Vamos con el Villarreal, anda. Dale, Luis m a controlando el balón, Irinei, el motor auténtico del juego, Bético, para que ahora la toque ustar y z e l e s del Atlético de Bilbao, intenta ponerla arriba, arriba, arriba, arriba, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar el Betis, saque de banda a favor del Villarreal, sacará Catalá. Pues ahí estamos ahí con el, con el partido, ese último comentario gracioso de, de Saviola. Oye, tres goles son tres goles. Y Saviola tampoco ha sido de, de grandes cifras, vamos a reconocerlo, ¿no? También, no, Mario. Hombre, pero el Villarreal、eh, lleva muy pocos goles en esta temporada, ¿eh? Aparte que, bueno, a pesar de que ya está cogiendo un ritmo un poco mejor,、eh, la imagen que ha estado dando hasta ahora, incluso en la Champions,、eh, es un poco pobre. Yo quiero, quiero señalar que Marco Rubén no es mal jugador, pero bueno, todavía le queda rodaje, todavía le queda jugar un poquito más. Borja Valero está haciendo unos partidazos, pero claro, solo un jugador、eh, no es el equipo. Un equipo es, pues, 11 jugadores. Y en este caso, pues, estamos viendo esto. Por parte del Betis,、eh, yo lo estoy viendo el, el ratito que estamos viendo. El Betis no ha hecho demasiado, ¿verdad? No se ha acercado mucho, ¿verdad, Luisma? Sí. De momento, el Betis ha tenido un par, de, un par de llegadas, un par de aproximaciones, pero más bien por balones en largo que, que intentando tocar, buscando, está buscando más bien la segunda jugada. Por cierto, añadir antes a lo de Saviola, que hace unas semanas también sonó Carlos Tevez para la delantera del, del Villarreal. No sabemos exactamente el interés que puede tener, pero es un, también un nombre importante el del Apache. Sí, la, se lo puede pasar bastante bien por la Costa Brava y toda esa zona el, el Apache. Seis partidos en juego en la Liga Adelante también.、Eh, Pedro Almendro nos va a contar que ha marcado el Sabadell, ¿no es así? Pues gol, de, gol del Sabadell, sí, gol de Lanzarote para adelantar a los, a los, de, a los de las Islas. Y, y nada,、uh -huh. el Sabadell que, que intenta poquito a poco escalar posiciones en la, en la clasificación. Y nada, un 0-1 para el Girona Sabadell. Ahí está, el derby catalán. Esos son otros de los resultados de la Liga Adelante. Vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos, las seis y cuarto.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 Este año nosotros ponemos la potencia. Ven a poner el control en Onda Campus. Last Time, tu nueva radio. Aquí dejamos a un lado aquellas canciones flamencas y heavies que consiguen hacer que te piten los oídos hasta volverte loco. Para traerte la música que te gusta, los momentos más curiosos, nuevos grupos, conciertos y toda la información nacional e internacional, que no te lo cuenten. Elige siempre Last Time. Aquí la historia no se lee, se escucha. No te pierdas la segunda temporada de Personas con Historia. Tú jugarás de portero e intentarás en todo momento jugar con el pie para darle una mayor salida al balón. Tú serás el lateral y doblarás al extremo para darle una mayor fluidez al ataque. Vosotros, los mediocampo, s buscaréis un juego combinativo. Y tú, el delantero, tendrás un único objetivo: marcar gol. Y yo, m i s t e r y y o Tú, tú, tú quedaste escuchando fuera de juego. ¿Estás preparado te esperamos. para tomar el control? ¿Estás preparado para tomar el control? Te esperamos. Si te atreves. Si te atreves. h Onda Campus 24 horas, 2 o horas. La radio que siempre te acompaña. Este año toma el control de Omnacampus. Preséntanos tu proyecto de programa o forma parte de nuestro equipo de técnicos de sonido. Y si lo que te gusta es salir y moverte, únete a tu grupo de coberturas para estar al día de todo lo que pasa en la universidad y fuera de ella. Porque este año tú tomas el tomas control. El control. バレエ。Juego, エレクシンエレクションエレクンエレレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクションエレクショ Borja Valero, cómo la puso, cómo la quiso, imparable para Castro. Vaya auténtico misil, qué auténtico golazo, qué auténtica d e l i c a t e s e n qué auténtico ídolo que es Borja Valero, que adelanta en el 20 de la primera parte al Villarreal. Villarreal 1, Betis 0! Bueno, ¿qué os ha parecido ese golazo de Borja Barrero? Un,、eh. un golazo, un bolazo, pero la, luego la jugada de contragolpe. ¿eh? Ha, sido, ha sido tremendo. Se estaba esperando y se estaba mascando el gol del Villarreal, porque、eh, visto lo visto en el partido, o b u e n el Betis estaba siendo bastante liviano en sus、mm -hmm. llegadas. Y bueno, vamos a ver qué tal responde el Betis ahora. Bueno, vamos a la liga adelante.、Eh, Pedro, ¿has marcado también algún equipo de la liga adelante?、No? Pues、Eso、gol、sí. del Hércules, gol del Hércules, gol de Vera Mateos, que, adelanta, que hace que adelante su equipo al Celta de Vigo. Y nada, el Hércules, un poquito más líder, si va、sí. primero, se pone con 31 puntos. Y queda mucho partido, pero buen partido que está haciendo el Hércules contra los gallegos. Llevaba perdiendo dos partidos el Hércules, dos en casa, así que a ver, e h porque de conseguir esta victoria importante e n t r e el Celta, digo, podría volver a colocarse el líder dependiendo de lo que haga ya el Almería mañana.、Eh, estamos comentando ese gol que acabamos de ver de, de Borja Lavalero, importantísimo gol para el Villarreal,、eh, importantísimo, ya sea por si、sí、es el partido. Eh, vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos en ese gran partido de momento. Ahí lo tenemos. Gol cantado aquí desde fuera de juego, las seis y veinte. Quedan diez minutos para hacer esa ronda informativa de las seis y media. El balón de fútbol por el de baloncesto. Vamos, Mario. Hola, muy buenas. Bueno, pues、eh, estamos viendo el partido entre el, el baloncesto fue labrada, Gran Canaria 2014. Y el marcador apunta ahora mismo, en este momento, 22 a 22. Vamos a ver cómo se desarrolla este juego. Y es que estamos viendo、eh, a un gran Lubos Barton, que está metiendo ocho puntos.、Eh, tenemos también a. m i c h e l Bramos, por parte de Gran Canaria, que, que ha, marcado, ha, ha metido cuatro puntos de momento. Vamos a ver、eh, cómo, van, cómo se desarrolla el partido. Hemos tenido ahora mismo una jugada un poco conflictiva、eh, bajo los aros.、Eh, vamos a ver,、eh, ahora mismo están sacando y tenemos 22-22、eh, en el marcador. Vamos a pasar ahora con Samuel Hernández a ver. Vamos a ver un partido de que se está jugando en la Liga Extremeña, en Segunda B. Vamos a ir ahí, Mario. ¿Por qué el Villanovense está ganando al Sevilla B? ¿no? Sí, está ganando al Sevilla Atlético y ojo que ganando 2-0 y se adelanta y marca el Sevilla Atlético el primero de su cuenta en el Grupo 4 de la Segunda División B Extremeña.、Uh -huh. y, y nada, se le cuidado el Villanovense que lo tenía muy bien de cara y, y, se le, y le recorta un poquito el Sevilla Atlético. Bueno, pues、eh, ahora nos vamos a conectar de nuevo hacia el Madrigal con Luis Mao. Luis Mao. Aquí estamos en el Villarreal,、eh, minuto 24,、eh, con el 1-0, con ese auténtico golazo que marcó Borja Valero cuando ahora se va el balón fuera de banda. Sacará Isidoro, jugador que tiene tarjeta amarilla. Mal, mal, mal desplazamiento de, de Guzmán. Pudo marcar el Betis. Tuvo una buena ocasión Rubén Castro. Muy bien Diego López. Y de momento el partido muy intenso y muy emocionante. Ahí está el partido del Madrigal ganando 1-0 el Villarreal. We're b u m p i n g in your pocket. When you coming up in the spot, don't bring nothing, we c a u g h i n g d y i n Cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling the way we rock. Way we I wanna, rock, I wanna r wanna rock right now. I wanna rock, wanna rock right now. I wanna rock, wanna rock right now. I wanna g e I wanna be some n e lights. I wanna rock, I wanna. I wanna オンダ・カンパス。SDLOS70 Española i n t e r n a c i o n a l d a n c e t o p la música que quieras escuchar está enONDA c a m p u s c a m p u s Porque me gusta la radio.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 Conciertos, festivales, teatro, todo lo que necesitas para ocupar tu tiempo de ocio.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 Las noticias de actualidad. El rock más duro ha llegado a tus altavoces a través de Hágase el Rock de Onda Campus con Juan Frank y s u r u No te lo pierdas porque es brutal. Las autoridades de Onda Campus advierten: Este espacio es más que un programa de radio. Lea detenidamente las condiciones para poder escucharlo. En caso de duda, no se te ocurra darle el play porque. Te enganchará todos los viernes a las 10 de la noche. Alberto Sánchez te acercará a los mejores temas de la electrónica nacional e internacional para que vayas entonando el fin de semana sin parar de b a i l a r No apto para cardíacos. Estar al corriente de todo lo que sucede en el panorama deportivo de la UEX tiene un nombre: Onda Deportiva. c o n s o l e d a d Arroyo. Todos los viernes a la una de la tarde en Onda Campus. Onda Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Y aquí seguimos en Onda Campus, son las 6 y media. Vamos a empezar la ronda informativa, pero antes, segunda división. Pedro Almendro, gol del Córdoba, ¿no? Gol del Córdoba entre el Alcorcón, gol de Borja, que meten un lío a, a justamente al, Alco, al, Alcor, al Alcorcón. Al equipo de Anquela. Equipo de Anquela. Y, y nada, el Córdoba, que se distancia sobre todo de un rival directo como es este, e s Alcorcón. Y 0-1-0 para el Córdoba. Así que a ver cómo van los, los sevillanos. Y en primera división, vamos a ir de ronda. n o vamos a ir al Madrigal. Allí está Luisma contándonos qué está ocurriendo entre el partido entre el Villarreal y el Betis. Dale, Luisma. Controlando el b e t i s en el centro del campo por medición de Irinei, ha podido haber falta y de hecho la pita ha sido la falta por parte del b e t i s Ha sido、eh, Beñat el que ha, ha podido haber penalti, pero no, no, no, no, no. Ha podido haber penalti, pero no. Ahí, ahí. Limpió bien el balón Irinei. 1-0, media hora de juego. Está ahí, ahí. Le han hecho un pedazo de penalti. Pedazo de penalti? Sí, sí está ahí, ahí todo, ¿eh? está ahí. Ahora, ahora lo comentamos,、eh, recordamos a las 8. Contaremos el Barcelona-Real Zaragoza y a las 10 el Valencia-Real Madrid.、Nos、vamos a la segunda división, a ver esos resultados, Pedro. A la segunda división, e n juego: Real Murcia 0, Barcelona B 0, Numancia 0, Huesca 0, Girona 0, Sabadell 1, Córdoba 1, Alcorcón 0, Celta de Vigo 0, Hércules 1, Alcoyano 1, Recreativo de Huelva 0 y empieza ahora Las Palmas, Jerez 0-0. Recuerdo que el Valladolid-Villarreal B ha finalizado 2 a 1. El partido que comenzó a las 4 de la tarde que ayer, el g i n n e s s y el Guadalajara empataron a cero. Vamos a la segunda B, e l grupo cuarto de nuestros equipos extremeños, Lázaro. Ahí estamos, Villanovense 2, Sevilla Atlético 1, jugándose desde las 5 de la tarde. Mañana a las 12 del mediodía tendremos el Sporting v i l l a n u e v a Cacereño y a las 5, Lorca Atlético Badajoz en tercera división, Extremadura Mérida, jugándose desde las 5. Ganan los del m e n d r a l e j o con gol de Rodolfo 1-0. Y ahora vamos a de ligas internacionales, empezando por la Premier League en Inglaterra. Partidos finalizados, partidos empezados a las 4 de la tarde: Everton 2, Wolves 1, Manchester City 3, Newcastle 1, Stoke City 2, Queens Park Rangers 3, Sunderland 0, Fulham 0, West Bromwich Albion 2, Bolton 1, Wigan 3, Blackburn 3 y el Norwich City 1, Arsenal 2, partido que había comenzado al mediodía, a las 2 menos cuarto, a las 6 y media justo habrá comenzado el s w a n s e a Manchester United en un minuto de juego. Y en la Serie A italiana、oh, acaba de empezar,、eh, bueno, empezar, lleva ya media hora de juego ese Inter Cagliari.、No sé si、media hora de partido entre el Inter de Milán y Cagliari, que siguen e 0-0. A las 9 menos cuarto tendremos el Napoli-Laccio y también a la misma hora, 9 menos cuarto, Fiorentina hace Milán con el rival del Fútbol Club Barcelona, recordemos en la próxima ronda de la Champions. ahora vamos a la Bundesliga. Lázaro Caldera, resultados. Pues en la Bundesliga, Samuel, desde hace nada, desde las seis y media, juega el rival del Villarreal en la Champions. Juega el Bayern en el, en el Allianz Arena contra e Luis de Andormund, 0-0 en el marcador. Finalizados desde las tres y media, excepción del Colonia Mainz, que fue aplazado. Friburgo, 0, Hertha de Berlín, 2, m ö n c h e n g l a d b a c h 4, Bremen, 0, Salke, 4, Unión e r o Con u n g r a n j u n t e a r 2 goles y 1, Raúl. Bosburgo, 4, Hannover, 96, 1. El d i n a m o de Zagre, el rival del Real Madrid, ha vencido por 0-3 al RNK Split y el Gen, el rival del Valencia, juega a las 8 con el Westerlo belga. Liga Andesa, baloncesto. Mario, ¿cómo va el Fuenlabrada Gran Canaria? Fuenlabrada 30, Gran Canaria 29. Estamos en el segundo cuarto y acabamos de asistir. A una de las jugadas más、eh, interesantes del partido.、Eh, un pase al interior y canasta. Un pedazo de canastón de uno de los mejores jugadores, Sergio Sánchez. Vamos con el balonmano entre Pedro Almendro y Lázaro Caldera. Jornada e 0 de la Liga de Balonmano, Academia Octavo 22, Barcelona Interesport 35. Finalizado ante Quera, Real Ademar León, empate a 24. Huesca 20, Torrevieja 23. Jugándose Cuavit BM Guadalajara, Beme Balonmano Atlético. Esa es la ronda informativa de las seis y media. Volveremos prácticamente para seguir contando el Villarreal Betis. Pero antes, una pequeña pausa. ¿Estás preparado para tomar el control? ¿Estás preparado para tomar el control? Te esperamos. Si te atreves. Te atreves.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 Aquí la historia no se lee, se escucha. No te pierdas la segunda temporada de Personas con Historia. La tarde de los viernes, Onda Campus está en la Onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la Onda. Estar al corriente de todo lo que sucede en el panorama deportivo de la UEX tiene un nombre, Onda Deportiva, con Soledad Arroyo.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 6 y 36 de la tarde, sábado 19 de noviembre, aquí en Onda Campus, que está en juego con ese partido en el Madrigal entre el Villarreal Betis. Conectamos con Luis Ma. Aquí estamos, minuto 37. Sigue ganando el Villarreal por un gol a cero. Cuando el Betis tuvo una doble y clara ocasión por parte de Irinei, un tiro que detuvo Diego López con apuros, que envió a córner, y otro disparo d e nuevo de Alejandro Pozuelo, que se marchó alto. Y aquí seguimos cuando ha habido falta. Falta claro, además.、Sí. Con tarjeta. Con tarjeta para Bruno Soriano. Vaya entradita, ¿eh? n t r a d i t a fuerte.、No、sé, tensión. O sea, el v Iarreal l l ha salido con bastante intensidad e l partido y, oye, y era lo que tenía que hacer, ¿no? Porque se estaba jugando mucho. Pero、uh -huh. bueno, cuidado, ¿eh? Porque a, ver, a, ver roja... la, a ver la falta, Luis. Uy, Luis va a v o t a r la falta el, el no, Betis. Eso, cuidado, peligro, peligro, peligro. Se marcha arriba.、No. Sigue el Betis acosando. Sigue el Betis intentándolo. No llega el gol. No llega el gol. Lo intentó Jorge Molina. Pero se marchó arriba en la tercera que han tenido. Buena jugada ahí del Betis, buen remate ahí de Jorge Molina, se le ha marchado alto por un pelo. Y aquí seguimos con el 1-0 en el minuto 38 de la primera parte, el Villarreal、eh, ganando 1-0. Ha visto antes en una imagen a Garrido un pelín nervioso. Normal, no es para menos. La verdad es que el partido está bastante tenso, veo al Betis muy, muy tenso, las faltas que está cometiendo el, Villa el Villarreal igual. No sé, es un partido muy tenso y se nota, se palpa en el ambiente la tensión que tienen los dos equipos y lo que se están jugando sobre todo. Pero, pero sí se le ve más convencido de lo que hace al, al Villarreal, s í、sí, h o m b r e Está, hombre, está claro que el Villarreal, hombre, el Villarreal está bastante más necesitado que el Betis con todo lo que. Ahí tenemos cuidado al Betis, Luis Más. ¡Peligro! Sin embargo, la s solventado s como ha podido la zaga del Villarreal, que ha pitado algo el árbitro, ha sido falta, suponemos, en ataque. ¿Ha lanzado otra amarilla? Sí, ha lanzado otra、sí, amarilla sí, sí. Ahí la la, la, bueno, ¿quién es? Y lo que estábamos comentando. Y bueno, quería decir yo otra cosa, sobre todo del tema、ah, de Sabio, la que estábamos hablando antes. Yo, como aficionado, de, si fuera aficionado del Villarreal, me preocuparía más porque mi equipo fichara un buen central, porque. Con todos los respetos para la defensa del Villarreal, vaya defensita que tiene este año、sí. Villarreal. Oye, pero、vale、lo, lo de Rubén Castro, ¿lo mismo que ha sido? ¿Porque se ha tirado? O... Ha, ha, ha querido sacar una falta el Villarreal y él se ha puesto en medio. La jugada de, que te llaman t o n t o en el campo, pues así ha sido un poco la de, la de Rubén Castro.、Eh, te... Amarillas tontas que al final te pueden costar un, un partido. Bueno, pues ahí está un minuto para que se cumpla el minuto 40 de partido. Estamos aquí comentando.、Eh, rápidamente me voy a ir al baloncesto aquí con Don Mario Moreno, que nos está contando del partido entre el Fue, la verdad, e l Gran Canaria. Efectivamente, bueno, pues、eh, acaba de marcar una canasta este equipo, el, el Gran Canaria. Quedan segundos para que acabe el segundo cuarto y el marcador va a 35 a 35 iguales. Vamos a ver cómo acaba este, este cuarto. o p a p u c a p a p r Already for this.、Woo! I like t o m o v e i t m o v e i、like、move t it, move it.、Yes, hey, I l、like、move it, move it. i k e to m o v e i、like、t m o v e i t I l i k e to m o v e i t m o v e i t y o m e n t m o v e n t moment, m o v e i t moment, moment, m o v e i t moment, m o v e i t moment, moment, m o m e to t h、yeah. e Big s h o w m e n t moment, moment, moment, moment. Welcome to the big show. Simply. s t u m p i n and the gym is pumping. Look ahead, the grind is jumping. Pump it up a little more. You know, get the party going on the dance floor. アキーセキモン、オンダーカンパス。 Eh, son las 6 y 40 de la tarde de este sábado. Volvemos a conectar con el Madrigal para que nos cuente en estos dos minutos lo que ha ocurrido. ¿Ha habido alguna jugada por ahí de, de ataque del Betis de nuevo, no? Un disparo de Beñal que se fue muy, muy, muy desviado, tanto por arriba como por el lado izquierdo de la portería de Diego López. No entrañó ningún peligro cuando saca el portero canterano del Real Madrid. De nuevo interrumpido el juego. 42 minutos de la primera parte. Villarreal 1, Borja. Valero Betis 0 Bueno, y en la liga inglesa me comenta aquí mi compañero Pedro. El Manchester United ha marcado. Manchester United por medio de Chicharito Hernández 0-1 ante el Swansea. Y nada, un poquito que le, recorta, que le recorta al Manchester City en la lucha por el liderato. ¿Cómo nos gusta el Chicharito? ¿Qué Chicharrito ha marcado? El Chicharito Hernández. Ahí está, ahí haciendo el juego.、Eh, bueno, gana el Manchester United 0-1 en la liga inglesa. Gana aquí el Villarreal 1-0 en la liga BBVA. Se lo estamos contando aquí en o n d a Campus.、Eh, me estoy fijando que en el partido le s t á el Betis、eh, muy animado en ataque.、Ah, cuidado, ahí, est ahí está una jugada de ataque, ¿no, Luis m a intentado n、eh, tejer una jugada de ataque el Betis, tocando la suavecito Irinei, la controla como puede. Balón para Isidoro, Isidoro sigue, sigue Isidoro. Juega atrás el Betis, el peligro parece que pasa, pero sin embargo lo intenta poner. u s t a r i z ha cortado el Villarreal, intentándosela llevar. Sigue el Villarreal intentando irse para adelante. Balón para Marco Rubén, que bien para、eh, Borja Valero. La quiere poner,、ba、Borja Valero se lo piensa, se la pone para la banda para Hernán. Peligro, peligro, peligro. La pone Hernán, ha despejado bien.、Eh, Nacho para el Betis, minuto 43. Seguimos igual 1-0 para el Villarreal. Pues ahí está, Villarreal ganando 1-0.、Eh, ahora esa jugada en ataque del Villarreal, eh, eh, le faltan rematadores arriba, a ¿eh? Le cuesta a Villarreal todavía crear ocasiones, s ¿eh, e Mario? Sí, es el mismo problema que seguramente vamos a ver en el, en el partido del Barcelona contra el Zaragoza. El Villarreal, de hecho, está donde está precisamente porque parece que tiene la puntería o la pistola la tiene como mojada, ¿no?、Eh, le cuesta mucho llegar arriba. Eh, Borja Varero está claro que es un gran jugador. Hay veces que es muy rápido, pero también hay que decir la verdad. Y es que、eh, Borja Varero, hay veces que es un poquito lento a la hora de decidir arriba.、Uh -huh. Tenía ahora mismo dos jugadores, uno abierto a la derecha y otro a la izquierda. Y ha tomado la, la opción un poquito、sí. lenta, ¿eh? ha tardado bastante. Pero bueno, bueno.、Eh, queda un minuto para el 45. Todavía no ha levantado la tablilla el cuarto árbitro, ¿no, Luis Ma? De momento no se sabe cuánto va a añadir. Suponemos que no será más de un minuto o dos. En la primera parte normalmente no se añade más. Con un minuto yo creo que sería suficiente. Tampoco ha habido tantas interrupciones en el juego.、Uh -huh. Cuando、eh, controla el Betis por mediación de i r i n e i se quiere ir arriba. Se quiere ir arriba el conjunto b é t i c o Controla nuevamente. Beñat para i r i n e i Se quiere ir arriba. i r i n e i la juega Isidoro. Isidoro la controla en el centro del campo para que sea Beñat. Peñal nuevamente atrás,、eh, controlando el Betis en el centro del campo. 1-0 intentando aguantar el Villarreal. Aguanta, aguanta los de g a r r i d o como pueden cuando se cumple el 45. Agazapado, final de la primera parte, no dejó nada más Muñoz Fernández. Villarreal 1, Betis 0. Bueno, pues ahí está el partido finalizado. Y Luis Mamójate,、eh, ¿quiénes crees que han sido los mejores de esta primera parte para ambos conjuntos? Evidentemente, en el Villarreal me tengo que quedar con Borja Valero por una de sus grandes genialidades. En el Betis me gustó mucho, como casi siempre Irinei. Ahí está la opinión de Luis m a En los mejores jugadores y en la jugada con mejor sabor, Luis Ma. Evidentemente me tengo que quedar con, por parte del, del Villarreal, me quedo con ese auténtico golazo que ha marcado Borja Valero. Y la, por parte del Betis, una buena jugada que despejó、eh, como pudo、eh, Diego López, un, una jugada que acabó con un tiro de Rubén Castro. O Esa es la jugada con sabor por parte del Betis. 1 0 gana el Villarreal al descanso. Un lugar en donde puedes expresarte, en el que no existen diferencias, en el que solo importas tú. Un lugar pensado para ti. Porque me gusta la radio.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 p a o r i Club Radio. Simplemente buena música. Además, m os t r a r e m o s todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección Mente y Materia con Tao 2012.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 Porque en Onda Campus te lo contamos todo, que no te lo cuente, Onda Campus. オンダー・キャンプス・エン・ジュエゴー、コ・サモア・レ・ンデー・イ・マリオ・モレノ。 ピアノ。 どうしてですか ララララララララララララララララララララ o ラ e ララララララララララ e ラララララララララララララララ e ラララララララ イいーコた Y 52 aquí en h Onda Campus en juego.、Eh, ya, bueno, en punto ya contaremos la ronda informativa y el regreso de la, la segunda parte entre el Villarreal y el b e t i s pero tenemos que ir. A la Liga, adelante, Pedro Almendro, ¿qué nos cuentas? Pues empate del Llorana que marca ante el Sabadell, 1-1 en el marcador antes del descanso y ya se han ido al descanso todos los partidos. Y mencionar que en el Alcoyano Recreativo, si en el minuto 7 habían sacado Roja a Bordá, en el minuto 43, justo antes de irse al descanso, Esteban vio la Roja también, así que 10 contra 10 en, en el Alcoyano Recreativo. Bueno, pues eso, y en Italia, ¿qué me cuentas del Inter de Ranieri? Pues en Italia, el, el, Inter, el Inter Cagliari, 0-0 en el marcador y dos palos de Mata y Zárate. Y mencionar también que Schneider, el jugador del Inter, se lesionó en el calentamiento y no está jugando el partido. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en algunos partidos que estamos contando aquí en Onda Campus. Y doy, doy paso ahora al baloncesto. Que quería q u e comentar algo, Mario, sobre el partido entre el f u e h l a b r a d a y el Gran c a n a r i a n o es así, Mario? Sí, bueno, pues、eh, nada, comentar que el segundo e t i m primer o ya t e m n Perdón, a d o p el r i tiempo ha terminado. Y、eh, vamos a ver ahora el tercer cuarto, a ver qué tal eh, eh, comienza.、Eh. El máximo anotador es l u g o s Burton. Por parte d e f u e n l a b r a d a y por parte del Gran Canaria tenemos a Juan Palacios como el máximo anotador del de Gran Canaria. Entonces, ahora vamos a ver qué tal el partido. Bueno, pues eso es todo. Ahora, de momento, una pequeña pausita musical. <música> よし マミン、うさべきあらもんしんていのていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていのせんていの マミタルト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 ¿Te lo vas a perder? ¿Por qué? Te damos nueve razones para que te comprometas. ¿Cuántas nos das tú? OC9, el valor del compromiso.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 Ecología. Cultura. Igualdad. Cooperación. Educación. Paz. Pobreza cero. Apoyo a la infancia. Salud mundial. OC9. Una apuesta segura. Onda Campus en Juego. Con Samuel Hernández y Mario Moreno. Las siete en punto aquí en Onda Campo. Vamos a con la ronda informativa. Empezamos por primera división. El Villarreal está ganando 1-0 al Real Betis. Luego conectaremos con Luisma para que nos siga contando ese inicio de la segunda parte.、Eh, a las ocho comienza el Barcelona-Real Zaragoza y a las diez el Valencia-Real Madrid. Vamos rápidamente a la Liga Adelante. Resultados, Pedro. Ahora mismo empezando la primera parte de todos los partidos. Real Murcia 0, Barcelona B0, Numancia 0, Huesca 0, Girona 0, Sabadell 0. Córdoba 1, Sabadell 1,、eh, Córdoba 1, Alcorcón 0, perdón, Celta de Vigo 0, Hércules 1, Alcoyano 1, Recreativo Huelva 0、eh, y Las Palmas Jerez en, en juego 0-0. Recuerdo que el Valladolid ha ganado 2-1 al Villarreal, el partido comenzó a las 4 de la tarde y el partido de ayer viernes entre el Ginesti y el Guadalajara con empate a 0. Vamos a la segunda B, grupo 4, equipos e x t r e m e ñ o Finalizado un partido, e s o sí, Lázaro. p o r recién finalizado, Samuel, tenemos el Villanovense, Sevilla Atlético 2-1 para los de Villanueva. Mañana domingo a las 12 del mediodía, Sporting Villanueva, c á c e r e s o y a las 5 Lorca Atlético, g u a d a j o z En tercera sigue ganando la Extremadura, siguen ganando los de Almendralejo con gol de Rodolfo Almérida. Extremadura 1, Mérida 0, jugándose desde las 5 de la tarde. Vamos de ligas internacionales. Vamos primero a la Liga Pre-Inglaterra, la Premier League. El Manchester United está ganando 0-1 y los otros partidos que ya han finalizado han sido el Everton 2, Wolves 1, Manchester City 3, Newcastle 1, Stoke City 2, Queenspack Rangers 3, Sunderland 0, Fulham 0, West Bromwich Albion 2, Bolton 1, Wigan Athletic 3, Blackburn 3 y el Norwich City 1. Arsenal 2. Vamos rápidamente a Italia. Está jugando el Inter de Ranieri. El Inter de Milán desde las 6 de, de la tarde contra el Cagliari va 0-0. Mata,、eh, Mota y z á r a te han tenido dos palos y Snyder e no está jugando porque se lesionó el n e calentamiento. A las 9 menos cuarto, Napoli-Laccio y a las 9 menos cuarto también, Fiorentina-Ace h Milán con el próximo rival del Fútbol Club Barcelona en Champions. Y de Italia nos vamos a Alemania con、eh, ese partido que se está jugando. Está jugando el líder, el Bayern de Múnich. Pues ahí estamos, Samuel, desde las 6 y media. Badger de Múnich, Borussia de Dortmund en el a l i a z Arena, el, el rival del Villarreal en Champions empata 0 a 0 con los de Dortmund. Finalizados partidos de las 3 y media, a excepción del Colonia Mainz que fue aplazado. Friburgo 0, Hertha Berlín 2, m o n c h e n g l a d b a c h 4, Bremen 0, Salke 4, Nuremberg 0, Grande Junte las dos goles y uno de Raúl, Bosburgo 4, Hannover 96-1. Recuerdo que el, el d i n a m o de Zagreb, rival del Real Madrid en la Champions, ha vencido por 0-3 al RNK Split y que el Gen, el rival del Valencia, juega a las 8 de la tarde con el w e s t e r l o b e l g a Y vamos al baloncesto, Mario, en con el Fuenlabrada Gran Canaria. Bueno, pues en este momento el resultado es de 41-41 y estamos en el tercer cuarto.、Eh, cinco minutos treinta y ocho para que acabe este tercer cuarto. Siguen copando los,、eh, el mayor número de puntos l u d o s Barton por parte del Fuenabrada l y Juan Palacios por parte del Gran Canaria.、Eh, l u d o s Barton por,、eh, tiene once puntos, Juan Palacios nueve. Y vamos、eh, por último con el balonmano, con Pedro Almendro y Lázaro Caldera. Jornada 10 de la Liga de Balonmano, Academia Octavo 22, Fútbol Club Barcelona Interes p ú t b o l 35. Empate a 24 entre Antequera y Real de Mar León. Huesca 20, Torrevieja 23. Jugando seres de la 6, Balonmano Guadalajara, Balonmano Atlético. Caja 3 BM a l s e r Puerto Segundo a las 7. Cidad Encantada de Frankie Malménos de g a n o n d j e z de las 7. Y a las 8, 4 Rayas BM Valladolid Naturhaus La Rioja. Y último partido de la jornada, m a l l e s por San Antonio, e l b e t i a Netasuna, perdón. Se jugará el último partido de la jornada de b a l o m a r Conectamos rápidamente con el Madrigal con Luis m a que nos、eh, ha comenzado la segunda parte. Dale, Luis m a Ha comenzado la segunda parte. El rol sigue siendo más o menos el mismo. El Villarreal se intenta gazapar a la contra en un partido que está siendo muy cómodo para los amarillos, esperando al Betis、eh, y matarlos en alguna contra. Los de Pepe Mel、eh, siguen intentando sorprender, aunque de momento sin suerte. Cuando se la lleva el, el balón Hernán, sigue el、eh, argentino, se la quiere llevar. Ha sido falta、eh, para, a favor de los amarillos por parte de Nacho. Lo dicho, cinco minutos, segunda parte. Villarreal, uno. Borja Valero, Betis, cero. Y sin novedades en el partido, ningún cambio ni nada que destacar, ¿no? No, no se observa de momento ningún cambio.、Eh, siguen las dos formaciones que, o, oye, que, que, y, de partida y, y, y, sí, y lo dicho. ¿Qué ha pasado con g a r r i d o Ha ido el árbitro a una advertencia o algo así, ¿no? Sí, porque no está muy de acuerdo con, con esa falta que, que se ha pitado. Ha, ha estado protestando y bueno, o pediría amarilla.、Eh, uh -huh. ha, ha estado protestando. El árbitro Muñiz Fernández le ha avisado, no creo que lo vuelva a hacer. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué acaba pasando y con Garrido s e acaba el partido Bueno, pues ahí está la advertencia de Garrido.、Eh, vamos se le nota,、si、nota nervioso sí, a Garrido,、sí. sobre todo porque vemos Vemos cómo van pasando los minutos en el partido y el Betis pues, se le ve más centrado, le vemos ahí tocando en defensa tranquilamente. Y bueno, el Villarreal está entrando en la dinámica que lleva teniendo las últimas jornadas de liga. Muy nervioso cuando empieza la segunda parte, muy intenso y sobre todo. Lo peor es que esa tensión de todo el equipo se personifica en la persona de su entrenador y Garrido, que es una persona bastante nerviosa y bastante, bastante temperamental en partidos así. Bueno, pues tenemos que ir un momentito a la, a la Liga Adelante. El Numancia-Huesca,、eh, estamos con empate a uno. Hemos pasado de, del 0-0 inicial,、eh, adelantarse primero el Huesca y ahora. En, Numancia, ¿no? en un momentito, sí, el, el Huesca que se adelantaba e n marcador y daba la sorpresa porque recordemos que es el colista de la liga delante y, y va último con, con solo 7 puntos y se adelantaba e n marcador, pero enseguida reaccionaban los numantinos y, y empatan. Así que 1-1 en, en el Numancia Huesca. Las 7 y 5.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 オンダ・カンプス・エン・ジュエゴ、ボン・サモア・レ・ナンデー・イ・マリオ・モレノ。 Seguimos aquí en Onda Campus, son las 7 y 7, y tenemos que conectar con el Madrigal porque ha habido dos jugadas importantísimas para el Villarreal. Apunta a punto de marcar el segundo, Luis Ma. Ha tenido una ocasión muy crala el Villarreal. Ten... Hemos visto a Castro cómo se le vieron la cara de apuro. La verdad que el Villarreal ha salido mucho más enchufado en esta primera parte, en estos últimos cinco minutos desde que hablamos por última vez. Y la verdad que el Betis ahora es el que parece que está más agazapado cuando intenta jugar por mediación de b e ñ a t b e ñ a t para Iriney. y Controlando y contemporizando el juego, devuelve nuevamente para el Vasco Beñat. Controlando de espaldas el, el Betis. Se intenta ir el, la rifa Gonzalo arriba, arriba, arriba en órbita. Peligro al balón dividido. Tiene que salir c a s t o Las p o n e s、si、No se lo piensa, le pega arriba. Van a cumplirse los 10 minutos de esta segunda parte. Siguen las cosas igual. Dominar al Villarreal. Villarreal 1, Betis 0. Pues ahí está el partido en el Madrigal. Tenemos que viajar hasta la liga adelante.、Eh, ¿Qué me cuentas por ahí, Pedro? Gol del Córdoba, el segundo en el marcador, Córdoba 2, a l g o l c o n c El r o e segundo gol, además de Borja, en su cuenta particular. Y el Córdoba, que con esta victoria se pone en puestos de playoff y empata con el Almería en puestos directos de ascenso a primera. Así que en Córdoba, Córdoba 2, a l gol c o n c e r o、uh -huh. Pues aquí estamos, son las 7 y 10 casi.、Eh, una, otra pequeña pausa musical y volveremos con más cosas aquí a contar en, en Onda Campus. We know we might not get tomorrow's d o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 n o w g e t t i n o o m u Estamos aquí en, en Onda Campus, estamos aquí con los partidos de la Liga BBVA y conectamos rápidamente con el Madrigal,、eh, ya que ha habido un cambio en el b e t i s n o es así, Luis m a Exactamente, vuelta a casa, vuelve al que, que fue su hogar durante algunos años. Jefferson Montero se retiró, Beñat, un cambio que es toda una declaración de intenciones por parte de Pepe Mel. Sí, porque quitar a Peña de Echeverría, que es、eh, el pulmón del centro del campo del Betis, meter a un atacante, un jugador de banda como Jefferson Montero, está claro que el PPM e lo que va ya es a buscar el gol del empate como sea y conseguir incluso、eh, el gol de、eh, la victoria. Pero, pero bueno, ahí estamos con el partido entre el en el Madrigal, entre el Villarreal y el Betis.、Eh, Mario, si te parece. Conectamos、eh, con baloncesto. ¿Cómo va lo, el resultado entre el Fue n Labrada y el Gran Canaria? Pues ahora mismo parece que el Fue n Labrada se despega. 51 puntos、eh, Fue n Labrada, Gran Canaria 43.、Eh, Lugos Barton sigue con 11 puntos.、Eh, Kino Colón. Ha subido a nueve puntos y de ahí el que, el que ahora mismo esté, esté ganando fue el Labrada.、Uh -huh. Por parte del Gran Canaria hay que destacar la labor de, de Juan Palacios que tiene once puntos de, de valoración. El gran rebotador del partido、eh, de momento es, es Xavi Rey. Pues eso, en baloncesto había que actualizar el resultado. Vamos a, al Madrigal.、Eh, ahora estaba, a, ha tenido una buena ocasión el Betis ahora para. Para marcar ahora, pero el que está teniendo la pelota es el Villarreal. No, Ma, Luis m a Así es, juega de Guzmán en largo, buscando, buscando, pero no encuentra. De momento ha tenido que echar a córner la defensa bética. El de momento, cuando está a punto de cumplirse la primera hora de juego, muy emocionante el partido. Un toma y daca, es un partido de ida y vuelta. Tuvo que echar、eh, dorado a, a saque de banda para que ahora vaya a sacar Mario Gaspar. Le intenta el largo, buscando ahí a Marco Rubén. Sin embargo, ha pitado. Falta a favor del Betis, saca rápido, pero lo vuelve a invalidar. No, no, no, sigue, sigue el juego, sigue el juego para que controle la, la defensa del Betis, intentando、eh, ponerla, en, ponerla en órbita rápidamente. Intentó controlar Rubén Castro, se le fue. Balón para que ahora controle Mario Gaspar, enlazando con Jonathan de Guzmán, la pone arriba nuevamente, buscando a, a Borja Valero. Snatcho se la retrasa para Castro, peligro, peligro, peligro. Castro la, la, está siendo presionado, la pone arriba nuevamente, recupera. Para el Villarreal, pero la manda saque de banda para el Betis. Pues ahí está, cero,、eh, sigue ganando el Villarreal 1-0 con un cambio realizado por el Betis.、Eh... Muchas ganas, el, el Betis ha salido muy bien. Y, y bueno, la verdad es que en, en la primera parte hemos visto que ha tenido bastante la pelota con、sí. un Villarreal muy ordenado y es el único problema que está teniendo. Y bueno, y la, que no está teniendo demasiadas ocasiones, pero en el fondo ha salido bastante bien. y, y Cuidado, a Villarreal, que le pueden empatar. ¿eh? Bueno, cuidado a Luis Má. La intenta controlar por mediación de Jonathan de Guzmán, jugando ahora mucho más pausado, mucho más tranquilo. El Villarreal la intenta poner arriba para que controle Marco Rubén. Ojo, la plancha le pega peligro, fuera. Buen remate de Marco Rubén, que no encontró el marco de la portería bética, de la portería defendida por el、eh, portero de Pueblo Nuevo Casto. No pudo ser, pero cada vez se aproxima más, cada vez con más peligro. El equipo local, el equipo del Villarreal.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 Porque contamos contigo para ser comprometidos、119。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 オンダキャンプス・エ、no. ・ジューゴー、ボン・サモア・ヘン・アンデー・イ・マリオ・モレノ。 ファーターファーターファーターファーターファーターファーターファーファーターファーターターファーターファーターファータファーターファーターファーターファーターーターファーターファーターファーターファーーファーターファーターファターファーターファーターファーターファーターファータターファーターファターファーターファーターフータファーターファーターファーターターファターファーター Eh, del Villarreal, buen cabezazo, que a punto estuvo de sorprender a Castro, pero se fue demasiado arriba. Y en Italia el Inter ha marcado, ¿no? Ese sí, Pedro. Gol del Inter, gol de Tiago Mota, imposible fuera de juego, pero entró el gol y nada. Inter 1, Cagliari 0, se adelantan los, los milanistas en el marcador. Ahí está, el gol del ex barcelonista Tiago Mota. Y en el baloncesto, ¿cómo va el parcial entre f u e n l a b r a d a y Gran Canaria, Mario? Bueno, pues el tercer cuarto ha terminado con un resultado final de 20 a 9, favorable al Fuenlabrada. Ahora es, es cuando ha sido el Fuenlabrada el equipo que, que hemos visto a lo largo de esta temporada, lo corta que está siendo, pero、eh, 55 a 48 y ahora mismo se está jugando el cuarto,、eh, el cuarto, cuarto, va ganando 0-2 el Gran Canaria. Y por ahí veo ya la alineación del Barcelona, aunque todavía es pronto, que luego、eh, nos contará ya Carlos Gata, que será el que retransmita ese partido. Pero por lo que veo、eh, por ahí, Pedro,、eh, Messi titular. Nos llega, nos llega la sí, última hora. Messi, Messi titular, que, lo, que estaba siendo la duda de muchos periodistas. En、sí, principio sí, parece que a l e x i s también ha llegado. Vamos con la alineación: Valdés bajo palos, línea de cuatro para. Alves, Piqué, c e x y Puyol, previsiblemente. Parece que este va, va a colocarse en defensa. Xavi, a l e x i s Messi, Keita, Maxwell y Cuenca. Que、sí. era también una duda importante en la alineación de p e p Guardiola.、Sí. Así que con eso irá el Barcelona ante el Zaragoza. Sí,、eh, curioso. Villa al banquillo. Villa últimamente estaba bastante pobre de goles.、Eh, sí, que está claro que la labor de, de Villa en, en la delantera es increíble y t o d o s l o s defensas sufren muchísimo a la hora de defenderlo. Pero、uh -huh. en el Barcelona hay mucha competitividad y los goles son lo más importante. Bueno, y bueno, con el permiso del Zaragoza, perdón.、Eh... Es un partido, la verdad, seamos sinceros, en el, el, en el que Guardiola puede optar por darle minutos a esa Cuenca,、sí. eh, el reestreno de Alexis Sánchez después de estar tanto tiempo lesionado, y bueno, probar nuevas cosas y ver cómo rinde de nuevo Alexis el gran fichaje del Barcelona después de, de esa gran lesión. Esperemos que no haga pruebas como 5-4-3 o 3-5-2-1. Por ejemplo, pero bueno, ya me, me insisto en lo que he dicho antes: es un partido、sí. bueno, que a priori es fácil para el Barça y puede, puede Guardiola probar ciertas cosas.、Exacto. Bueno, vamos a volver al Madrigal, que ha tenido otra ocasión, Borja Valero, para marcar su segundo gol en la cuenta、eh, particular. ¿No es así, Luisma? De nuevo, Borja Valero sacó el fusil que tiene en su bota derecha a punto de sorprender al extremeño Casto, que desvió como pudo hacia el tercer anfiteatro. Peligro por parte del Villarreal. Real en las botas de este hombre que vuelve a sacar en corto el córner. La intenta poner el Villarreal, la quiere poner. Minuto 66-1-0. Peligro bien, c a s t o La tiene que sacar la defensa. Nueva ocasión para el Villarreal que a punto está de marcar el segundo. De nuevo fue、eh, esta vez, creo que fue m u s a c c h i o el que remató. Vamos a ver ahora si lo vemos más claro. Está apretando está apretando ahí p r e t a a n d o el Villarreal. ¿eh? Fue Bruno Soriano. De nuevo de, de, de cabeza Bruno Soriano. Tuvo el, el gol en su cabeza. Pero tuvo que despejar como pudo. Dorado para que el saque de banda del Villarreal、uh -huh. se hiciera efectivo. Me estoy y... fijando ahora en el partido. Ahora viendo, viendo ahí cómo está el Betis. Completamente metido en, en tres cuartos de campo. O sea, está intentando acojonar, así, perdón por la palabra, pero acojonar al Villarreal ahí en tres cuartos de campo para que, no, para que no invada tanto en el área, porque es que está todo el submarino amarillo metido en el área del Betis y ahora es cuando estamos notando cómo, cómo se está acercando la, al área de Castro. Sí, está atacando es, al Villa, Villarreal, no vamos, no vamos a dar respiro al Luis. Cuidado、ya. ahí, madre mía. Peligro para Jonathan de g u z m á n Le pega peligro. De nuevo retiene las pelotas en sus manos. c a s t o que está teniendo mucho trabajo en los últimos minutos. Ahora, sin, sin embargo, contra para el Betis, se va como un auténtico misil.、Eh, este, Pozuelo para que se la quitara de nuevo el Villarreal. Recupera, sin embargo, esto es、eh, un auténtico frenesí. El partido. Peligro, peligro, peligro. Peligro, ocasión manifiesta para el Betis. Ha podido haber penalti. No no, mía, no, no, no, no. Sigue, mía, sigue, sigue. ¿Qué ha pasado por ahí? Pasado para mí e a l i Ha podido haber penalti, claro. Ha podido haber penalti. Penalti, solo es se、no、lo señaló. Se la sigue la jugada. Ahora la contra para el Villarreal. Esto no para. No, la controla Borja Valero. Sigue、madre、el, el mantenido del, del partido. Sale de c a s t o Será <risas> uy, uy, saque de banda. Uy, uy, uy. Bueno, pues、eh, está siendo un partido bonito. ¿eh? Pero partido que suicidio e lo que ha hecho. q no a estado algún suicidio, sí, sí. por favor. Eso, no, eso no lo puede hacer un e r A ver qué le pasa a c a s t o No s o si Luis Más está tirado en el suelo. Sí, ha tenido posiblemente un encontronazo ahora en esa salida tan. Eh, escandalosa、Eso、que ha, ha tenido. Valioso,、eh, sí, sí. Creo que ha sido con Musacchio el que、sí. ha pegado. Cartulina, Musacchio. Es que Musacchio ha dejado Musacchio a... Ha dejado a Pozuelo antes un recadito. Y vaya penalti que ha hecho. Vaya penalti de Gonzalo. Es, es, un, es un auténtico escándalo sobre Jorge Molina. ¿eh? Ha, ha sido clamoroso, eh. Cartulina, y hay otro jugador del Betis que está ahí quejándose. Han entrado los servicios médicos. Pozuelo, Pozuelos, Pozuelo ¿no? está ahí, el en el suelo, ha quejado de su rodilla. Vale, vale. Va a tener que entrar, como dicen, los servicios médicos. Casi el 70 de, de juego. Y el Betis que se quiere ir para arriba porque no quiere dejar escapar, aunque sea un punto de este campo tan complicado como es el Madrigal. Sigue el 1-0, el Betis se acerca. Pues los mejores momentos del partido los acabamos de vivir ahora.、Eh, ahí se retira Pozuelo, va a tener que salir del campo para que le atiendan. Y en segunda división. El Alcoyano ha marcado el segundo, Pedro. El segundo, jugando con 10 los ambos equipos. Alcoyano 2, recreativo de h u e l v a 2. O sea, Alcoyano 2, recreativo h u e l v a 0. Gol de García y, y nada, que sentencia un poquito el Alcoyano el al partido. Y se aleja de los puestos de descenso. Y, y además se pone justamente detrás del recreativo con 15 puntos. Y, y cuidado que, que se libera un poquito y el recreativo que se mete en un lío como ganen los equipos de abajo.、Uh -huh. Bueno, pues estábamos comentando antes de, sobre el Barcelona, sobre las oportunidades de Cuenca, sobre. El, eh, eh, que Villa no vaya a jugar como titular,、uh -huh. ¿quiere decir algo?、Eh, no sé, ¿cómo veis la apuesta de Guardiola? Yo,、eh... creo, yo creo que va dirigida en lo que decía Lázaro. Yo quiero apoyar esa, esa tesitura y, y yo creo que es eso. ¿eh? Quiero probar un poco a los jugadores, dar descanso a los, que, a los habituales y,、sí. y de hecho no nos sorprendería ver、eh, un cambio de Messi en el partido,、Uf. no nos sorprendería en, en absoluto. Así que yo deseo que Isaac Cuenca aproveche su oportunidad a ver, que, a ver qué tal le va. Bueno, hemos escuchado por ahí un bufido de, de Luis. Me ha estado a punto de marcar el Betis, ¿eh? Peligro de nuevo en las botas del hombre gol, del instinto asesino, del auténtico caníbal del área del Betis, de Rubén Castro. De, si antes la, la paró Diego López, ahora se ha marchado fuera. Centro defectuoso ahora del Betis que se va a marchar a saque de banda. No, porque lo evita Isidoro. Balón que controla Isidoro, agazapado el Villarreal, esperando la contra. Muchos hombres ahí en el área del Villarreal, esperando una posible contra. Domina el partido los de Pepe Mel. Peligro nuevamente se intenta ir, ahora ha sido falta, falta en ataque del Betis, creo. Así es. Pita, falta e l linier en ataque por parte, creo que ha sido de Rubén Castro. Y de nuevo se acerca el Betis sin éxito hacia la meta de Diego López, que parece que poco a poco empieza a tener más trabajo. Bueno, pues eso en el Madrigal.、Eh, ¿Algún cambio se está preparando por ahí, no? Sí, sí.、Eh, Marchena, creo que e r a c a r l o s Marchena por m u s a c c h i o que está dando bastante cera, supongo que saldrá. Vamos a ver qué cambio nos prepara. O puede que Bruno Soriano, al, al estar sí, amonestado, ahora es que lo、verdad. recuerdo.、Eh, veamos quién, por quién sale Carlos Marchena.、Sí. Cuando controla el balón ahí,、eh, es por la banda e l Villarreal. Ahora recupera, sin embargo, e l Betis. Esto es un auténtico no parar. Esto es un partido de ida y vuelta. Recupera ahora Catalán. Acaba rifando, se marcha, saque de banda. Bueno, pues eso en el Villarre, como decimos, el cambio a Marchena, que ahora lo veremos si es por m u s a c c h i o o es、eh, por Bruno, ya que puede jugar tanto de central como de piego defensivo. Vamos a, primero a la Liga Adelante, el filial del f c b a r c e l o n a ha marcado, ¿no, Pedro? Ha marcado el f c b a r c e l o n a B, ha marcado Deulofeo para los Blauranas, g el, el equipo pequeño del Barcelona, y Real Murcia 0, Barcelona 1. Y se adelantan los catalanes a ver cómo va. Y g o l i t o de d e u b l e Feo, que cuidado, que apunta maneras. Sí, sí, apunta b a s t a n t e maneras.、Eh, pulido, lo están puliendo como a Leo Messi en su momento. Y en Italia, el Inter ha marcado el segundo. Pues el segundo también del Inter de Milán, en,、eh, que lo marca Coutinho, de, de, penalti,、eh, no, de penalti no, lo marca Coutinho. Y 2-0 al marcador, Inter 2, Caliari g 0. Bueno, y volvemos al campo del Madrigal.、Eh, cambio en el Betis, ¿no, Luis Ma? Cambio en el Betis, Pepe Melquema Naves, apuesta por Santa Cruz, el paraguayo, el compañero de Valdés de la selección, se retiró, un hombre bastante incisivo hasta ahora, supongo que estaría cansado con algún tipo de molestia o simplemente un cambio táctico. Rubén Castro sale por Roque Santa Cruz cuando Castro tuvo que de nuevo espantar el peligro del área Bética. Bueno, pues eso en el m a d r i d bueno, dos cambios del Betis y ahora el Villarreal ha hecho su primer cambio. Sí, se prepara Carlos Marchena. De hecho, ya sale, creo que es、eh, Hernán Pérez. Cambio defensivo de, de Garrido. Quita al.、Eh, que estaba jugando de extremo por la banda derecha. Mete a un central, o un medio centro. Vamos a ver cómo se disponen tácticamente los de Garrido. 1-0. Sigue ganando el Villarreal, pero cada vez con más apuros. Pues al final no, ni m u s a c c h i o ni Bruna. Al final ha quitado al chaval Hernán Pérez. Por lo tanto, va a mantenerlos y vamos a ver si. Si、sí, no se lía porque、eh, con el partido tan duro que están demostrando, vamos a ver si acaba alguno expulsado, ¿no? ¿Eh, Luis m a Sí, sí,、eh, <risa> puede que. El, el partido está siendo muy duro,、eh, pero por parte de tanto de un equipo como de otro. m u s a c c h i o estaba dando mucha cera a través, estaba、eh, siendo excesivamente duro. Y vamos a ver si. De momento no le ha mostrado la amarilla a m u s a c c h i o cosa que me ha extrañado. Bruno Soriano ya la tiene. Vamos a ver si acaba el partido、eh, cualquiera de estos jugadores que parece que, que no, que lo van a tener un poco complicado si no se modera. n La 7.27, una pausita y volvemos con la ronda de las 7 media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 Onda Campus en Juego, con Samuel Hernández y Mario Moreno. Vámonos de ronda informativa, son las siete y media. Comenzamos por la primera división. Minuto y resultado en el Madrigal, Luis m a En el Madrigal 1-0, sigue ganando el Villarreal cuando ha habido tarjeta amarilla. Ahora parece que para Borja Valero, por juego peligroso sobre Roque Santa Cruz. Eh, pelig peligrosa tarjeta esta para el Villarreal. Lo dicho, minuto 76, Villarreal 1, Betty 0. Recordamos que a las 8、eh, contaremos el Barcelona, Real Zaragoza y a las 10 el Valencia, Real Madrid. Para mañana, domingo a las 12, Real Sociedad Español. A las 4, Sporting Getafe, Osuna, a s Rayo. A las 6, Sevilla, Deleti Club. A las 8, a t l é t i Comadrid, Levante. Y a las 10, Granada, Mallorca. Para lunes a las 9 se deja el Racing Málaga. Y ahora vamos a la Liga, adelante en la decimocuarta jornada. ¿Cómo van esos resultados de, las, de los partidos que han empezado a las 6 de la tarde, Pedro? A las 6 de la tarde van Alcoyano Recreativo de Huelva 2-0 para Alcoyano, Celta de Vigo 0 Hércules 1, Córdoba 2 Alcorcón 0, Girona 1 Sabadell 1, Numancia 1 Huesca 1, Real Murcia 0 Barcelona B 1 y a las 6 y media Las Palmas Jerez 0-0 al descanso. Recordemos que el partido finalizado a las 4 de la tarde en la Liga a delante: Real Valladolid 2, Villarreal B1 y el g y n a s t i c s 0, Guadalajara 0. Pasamos ahora a la Segunda División B, Grupo Cuarto, equipos extremeños. El Villanovense Sevilla Atlético 2-1, finalizado. Mañana a las 12, el Sport i n g Villanueva Cacereño y a las 5, Lorca Atlético Badajoz. Vámonos de ligas internacionales. Vamos a la Premier League. El Manchester United sigue ganando 0-1 al Swansea. Pero los partidos que han finalizado, que empezaron a las 4 de la tarde, son el Everton 2, Wolves 1, Manchester City 3, Newcastle 1, Stoke City 2, QPR 3, Sunderland 0, Fulham 0, West Bromwich 2, Bolton 1, Wigan 3, Blackburn 3 y Norwich City 1. Arsenal 2, ¿cómo van las cosas en el Inter de Ranieri? Pedro, en Italia. El Inter sigue ganando 2-0 al Cagliari con goles de Thiago Mota y Coutinho. Y a las 9 menos cuarto comenzará el Napoli-Laccio y la Fiorentina hace Milán, que es el próximo rival del Barcelona en Champions. Así que habrá que estar atento a los milanistas. Y vamos de Italia a Alemania. Lázaro, resultados. Pues el Bayer b o r u s s i a d o r t m u n d jugándose desde las seis y media en el Alianza Arena, 00 partido trabado y muy trabajado del Bayer y el d o r t m u n d aguantando como puede en defensa. Partidos de las tres y media acabados todos, excepto el Colonia Maiz n que fue aplazado, Friburgo cero, e t a de Berlín 2, Borussia m ö n c h e n g l a d b a c h 4, Bremen 0, Salke 4 con Nuremberg Jure, 0, con un gran j u n t e r e r que marcó dos goles y uno de Raúl, w o l f s b u r g o c Hannover 96-1. Y recuerdo que los rivales de algunos equipos españoles en Champions, el rival de Real Madrid, el Yenmo de Zagreb, v a vencido por 0-3 al, al RNK Split. Y el Yen, el rival del Valencia, juega a las 8 con el Westerlo belga. Y vamos ahora con el baloncesto, el resultado en el Fue labrada Gran Canaria, Mario. Bueno, pues ahora mismo estamos、eh, con un marcador 68-61 y estamos、eh, con 14 puntos de m i c h e l l Bramos.、Eh, luego tenemos a Chavi Rey con 5 rebotes y por parte, esto es por parte del Gran Canario, por parte de Fuenlabrada, tenemos a Kirk Penny con 15 puntos, Gustavo Allón con 12 puntos y estamos a la espera de que acabe este partido porque quedan ahora mismo 51 segundos. Y finalizamos la ronda con lo que está ocurriendo la jornada 10 de balonmano. Pedro y Lázaro. En la Academia Octavio 22, Fútbol Club Barcelona Interes por t 35. Empata 24 en Tantecar y r e a l de Mar León. Huesca 20, Torrevieja 23. Jugándose desde las 6. Cuavit BM Guadalajara, Baloncesto Atlético. Balonmano、ah. Atlético, perdón. A las 7 ha, ha comenzado el Caja 3 BM al ser Puerto Sagunto. O、bueno, cuando se h e s de las 7 de la Menci, 2 de encantada, Flanking BM Granollers. Y ahora a las 8, 4 Rayas BM Valladolid, Naturjaos La Rioja. Y último partido de la jornada, Vallas por San Antonio, el Betiana d Tasuna. Eso, eso es lo que haga la ronda informativa de、eh, siete y media. Y conectamos rápidamente con el Madrigal a ver qué nos cuenta、eh, Luis Marroñano desde allí. Parece que ya sabemos un poco la disposición táctica la, en la que se va a disponer, bueno, disposición en la que va a estar el Villarreal. Van a jugar con、eh, este, Bruno Soriano y Marchena en el doble bote. Y Borja Valero va a adelantar su posición.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 Porque este año tú tomas, el, tomas control. el control. Los martes a las 4 de la tarde empieza el espectáculo con Onda Campus. Conciertos, festivales, teatro, todo lo que necesitas para ocupar tu tiempo de o c i o Ecología. Cultura. Igualdad. Cooperación. Educación. Paz. Pobreza cero. Apoyo a la infancia. Salud mundial. OC9. Una apuesta segura. オンダー・キャンプス・エ・ジュ e ゴー、ボン・サモア・ヘンアンデス・イ・マリオ・モレノ。 Las 7 y 36,、eh, estamos en Onda Campus. Recuerdo que nos pueden escuchar por la página web de Onda Campus, www.ondacampus.es. Escuchen lo que estamos haciendo hoy, sábado、eh, 19 de noviembre, con esta jornada intensísima de fútbol. Eh, conectamos eh, con el Madrigal. Luis m a Se va a retirar、eh, De Guzmán. Va a haber un cambio, por tanto, en el Villarreal. Va a entrar José Lu, que debutó en un partido inmejorable. Debutó、eh, contra el Manchester City en el Madrigal. Entra, como digo, José Lu. Cambio de planes、eh, para Garrido. Va a intentar irse un poco más al ataque. Va a buscar refresco, porque De Guzmán ya andaba cansado cuando toca cañas. Peligro para el Betis. Intenta sumarse al ataque. En el minuto casi, casi ya 84,、eh, sigue ganando el Villarreal, aunque cada vez sufriendo más. 1-0 para el Villarreal. Bueno, los dos equipos que ya han realizado dos cambios le quedan uno a cada uno, ¿no es así, Luis Ma? Luis Ma. Conecta. Dime, Samuel. No, que te decía que habían realizado los dos cambios. Que Creo que ninguno de los dos equipos ha realizado los tres cambios todavía. ¿no?、Eh, a, aún no, ya decía que entró Marchena por parte del Villarreal y、sí. ahora acaba de entrar,、eh, como decía José Lu. Y bueno, por parte del, del Betis entraron en su. A、eh, principio de la segunda parte entró Jefferson Montero y、uh -huh. también entró Roque Santa Cruz. Bueno, pues eso es lo que estamos viviendo en el Madrigal. Tenemos que bajar una categoría a la Liga Adelante. Eh, primero, porque ha habido dos equipos que han marcado gol, ¿no es así, Pedro? Sí, primero el Recreativo, que recorta distancias al Alcoyano y se pone 2-1 con gol de Saúl. Y el, el Alcorcón, que recorta también al Córdoba con otro golito que i a ganando el Córdoba 2-0, se pone 2-1 al Alcorcón. Y cuidado que va por el empate el Alcorcón. Bueno, pues ahí está el partido en la Liga Adelante. Conectamos rápidamente con el mundo del básquet. Eh, un partido que se está jugando en la Liga Andesa entre el baloncesto f u e n Labrada y el Gran Canaria 2014. Dale Mario. Bueno, pues el partido está finiquitado prácticamente y el resultado que tenemos en este instante es de 69-65, cuando quedan escasos segundos para que acabe el partido. Bueno, pues nos quedamos, quedamos entonces, aunque está todavía ahí el mister dando las instrucciones, pero、sí. eh, prácticamente si le quedan segundos, le vamos a hacer esa pequeña pausita y volvemos rápidamente contigo para ver el resultado definitivo. n a m o s Taori Club Radio。Simplemente、buena música。Además、mostraremos todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección: Mente y Materia, con Tao 2012.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 Onda Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. バレエ、バレエ、バレ Tarde de sábado,、eh, de mucho deporte,、eh, pero vamos rápidamente al baloncesto porque ya f i n a l i z a d o el partido entre el Fuehlabrada y el Gran Canaria, ¿no, Mario? Así es, estamos、eh, ya, se están metiendo en el vestuario, yo creo que se están hasta duchando. El resultado final es de 69 a 65 y los máximos anotadores los encontramos en el Fuehlabrada.、Eh, Kirk Penny con 15 puntos y dos rebotes, luego tenemos a Gustavo Ayón con 12 puntos. Y Lubos Barton, por parte del Gran Canaria,、eh, nos vamos a encontrar con Michel Bramos con 14 puntos y Juan Palacios con 11 puntos. Pasamos a otras cosas. Ladies, it's time to go. We're headed to the bar, baby. Don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. g I r l look body. at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody's. I'm sexy and I know it.、Aight. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle with h e wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, w i g g l wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, w i e wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle,、yeah. wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle,、yeah. wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. i l Wiggle man, I'll do the wiggle man. Yeah, I'm sexy and I know i g Hey, yeah, girl, look o at that b d y girl, look a t t h a t Bueno, vamos rápidamente a la liga adelante, porque si el Alcorcón estaba cerquita de marcar el gol del empate, ha sido el Córdoba el que se ha adelantado. No, es así nada, pero... la contra, el Alcorcón volcado y el Córdoba que mete el tercero, 3-1, gol de López Silva y que probablemente quedan pocos minutos y se va a llevar el partido el equipo andaluz. También estamos en el tiempo de descuento en el Madrigal, ¿no es así, Luis m a Tiempo de descuento ya, una de sus últimas acometidas. Entró Sena para guardar la ropa cuando ahí lo veían. Se marchó el goleador Borja Valero cuando l e intenta poner el Betis. Se intenta dar la vuelta ahí. Balón ahora para Marcos e n a que la pone en órbita arriba, arriba, arriba, arriba.、Eh, para achicar balones, el Betis t i r e completamente encerrado al submarino amarillo en su, en su área. Ha dado tres minutos m u ñ i z Fernández. A punto de cumplirse el. El、primero, Villarreal 1, Betis 0. Bueno, pues con esos tres minutos de descuento n o vamos a quedar porque、eh, se desesperan y los jugadores del Betis. Ahora es Pozuelo el que se quejaba y de una falta no pitada. ¿no?、Eh, sí, de una, de una falta que ha pitado en contra del、ah, Betis, Betis porque saltó Pozuelo y m u ñ i z Fernández. Pues、eh, pitó, juego peligroso a favor del Villarreal. Y supongo que h a y Diego López o、eh, quien vaya a sacar va a perder por lo menos unos 30 segunditos para arañar、eh, la victoria. Bueno, pues、eh, tiempo de descuento en el Madrigal,、eh, una pausita y volvemos ya con posiblemente el final del partido.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 Quedan pocos minutos ya el partido entre el Villarreal y el Betis. Y con,、uh, vamos a terminar con Luis Mann, que nos está contando los últimos momentos ya del partido. Se cumplen ya los tres minutos. Hubo tarjeta amarilla Diego López cuando pita al final Muñoz y Fernández. Los tres puntos se quedan en el Villarreal para el conjunto amarillo. Villarreal 1 con una auténtica obra maestra de Borja Valero. Betis 0 Real, el Villarreal, que se pondría con 14 puntos y. no, Uy, perdón, ¿qué estoy diciendo. Sí, sí, ah, 14 puntos, sí. 14 puntos、eh, adelantando a equipos como el Atlético Madrid, y al propio b e t i s Se pondría de,、eh, un décimo, expensas de lo que haga mañana equipos como Sosuna y Atlético, que están por delante del de Villarreal.、Eh, vamos a quedarnos con con Luis Más, si está preparado para que nos diga cuál ha sido el jugador más destacado de ambos conjuntos y la jugada con mejor sabor. La jugada con sabores, bueno, mejor dicho, el jugador que más ha destacado en el Villarreal, como digo,、eh, me quedo igual con el mismo, que en la primera parte、eh, ha sido Borja Valero con un importante gol, ha sido el más desequilibrante, el que ha llevado la batuta y el que ha sabido marcar los tiempos.、Eh, lo dicho, Borja Valero por parte del Villarreal, por parte del Betis, me ha gustado mucho, hasta que lo han cambiado Rubén Castro, que lo han tenido que cambiar porque estaba a f i c i a d o a d o Bueno, pues gran trabajo el de Luisma、eh, en, ese, eh, en ese partido. Ha ganado el Villarreal 1-0 al Betis. Próximamente, después de la pausa, ya estaremos con la previa del Barcelona-Zaragoza. Taori Club Radio。Simplemente、buena música。Además、押さえます、とてもいいこと、o て o いいこと、とてもいい o と、o てもいいこと、とてもいいこと、とてもいいこと、とてもいいこと、とてもいいこと、とてもいいこと、とてもいいこと、とてもいいこと、と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 Te damos nueve razones para que te comprometas. ¿Cuántas nos das tú? OC9, el valor del compromiso. Porque me gusta la radio. Porque me gusta el deporte.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 Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Con un partido de las 7 de la tarde ya finalizado entre el Villarreal b e t i s ya estamos calentando motores para ese Barça Zaragoza en el c a n n Nou, donde ya tenemos a otro de nuestros protagonistas, de nuestros colaboradores, Carlos Gata, preparado. Para contarnos lo que hay entre el Barcelona y el Zaragoza. Pero antes, una pequeña previa, unas pequeñas sensaciones de cómo ve el partido entre el Barcelona y Zaragoza. Hola, Carlos. Muy buenas tardes, Samuel. Muy buenas tardes desde el Camno, p u donde ya están preparados los jugadores. Ha n saltado ya el terreno de juego y pronto comenzará ese partido entre el Zaragoza. Y el Fútbol Club Barcelona. Por parte de los visitantes, por parte de los maños, va a jugar Roberto en portería. Efraín Juárez será el que ocupe esa banda derecha en el lateral, con Mateos i Lázaro n en la zaga y Paredes por la banda izquierda. El doble pivote será para Poncio y para Fernando Meira, que tratarán de detener el ataque azugrana. l Y ya en el ataque, Maño Barrera por la derecha, Luis García en punta de ataque, Juan Carlos Pérez, banda izquierda y e l d e l Postiga de delantero por parte del f c Barcelona. Hay sorpresa en el once, jugará Víctor Valdés de portero con Dani Alves, Piqué, Puyol y Maxwell de defensas. Serán en esta ocasión c e s c Fábregas, x a v i Hernández y Keita los que ocupen ese tridente en el centro del campo. Y repite Isaac Cuenca, vuelve Alexis Sánchez y se mantiene en punta de ataque el argentino, el mejor jugador del mundo, Leo Messi. Pues ahí está, confirmado que Leo Messi finalmente va a ser titular. Por lo que he podido ver en la imagen, un cano lleno ¿eh? para ser un partido. Bueno, es un, es un bonito día para ver fútbol,、eh, un partido a las 8 de la tarde, un sábado. Eh, pero buena entrada e s t u v i e n d o en el Camp Nou, ¿no es así, Carlos? Así es, Samuel, buena entrada en el Camp Nou. Y es que ten en cuenta que el Barcelona se está jugando mucho, está segundo con 25 puntos a 3 del Real Madrid, que jugará a las 10 contra el Valencia. Y lo que les ocupa a los dos grandes de nuestra liga en estos momentos es no perder ningún punto antes de ese clásico del 10 de diciembre. Así que la afición está respondiendo bien, llena el Camp Nou para animar a su equipo. Y vamos a ver lo que acontece en el encuentro. Sobre todo u n partido a seguir, porque sabemos que al b a r z e o n a se le dan muy mal esos partidos、eh, después del virus FIFA. A ver qué se le da este ante el Zaragoza、eh, como, como local hoy en el Cannot. オンダー・カンプスはオンダー・カンはオー・カンプスはオンダー・カンプスはオンダー・ー・スはオンダー・カンプダンスはオンダー・カンプスはオンダー・カンプスはオンはオンダー・カンプスは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 ¿Cansado de la monotonía? ¿Harto de hacer siempre lo mismo? Vente a Onda Campus y date la oportunidad de hacer radio. Seguro que tienes mucho que decir y buenas ideas que aportar. Entra a nuestra web y rellena el formulario de participación. Estamos esperando a que tú tomes el control.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 No apto para cardíacos. Onda Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Abrimos ronda informativa en primera división con el partido finalizado ya que empezó a las seis de la tarde entre el Villarreal y el Real Betis. 1-0 para el Submarino Amarillo. Conectamos con Carlos Gata en el Can Now porque el Barcelona y el Zaragoza están a punto de comenzar. Dale, Carlos. Así es, a puntito de comenzar este encuentro entre el f c b Barcelona y el Zaragoza. Por tanto, de momento, el resultado de gafas: 0-0. recordamos que a las 10 de la noche se juega el Valencia Real Madrid. Vamos ahora a la segunda división. En segunda división ya hay muchos partidos de las 6 de la tarde que han finalizado, ¿no es así, Pedro? Así es, el Alcoyano Recreativo de Huelva 2-1 para el Alcoyano, Celta de Vigo 0, Hércules 1, Córdoba, Córdoba 3, Alcorcón 1, Girona 1, Sabadell 1, Numancia 1, Huesca 1, Real Murcia 0, Barcelona B 0 con gol. De Telo al fin, en los minutos finales y en juego desde las 6 y media Las Palmas 0 Jerez 0. Recordamos que en segunda división, mañana a las 12 se juega el Elche Deportivo y a las 8 la Almería Cartagena. Y ahora vamos a la segunda división B en el grupo c u a r t o ¿Cómo han nuestro,、bueno, ha quedado nuestros equipos extremeños, Elázaro? Pues Villanovense, s e Villa Atlético que se jugó a las 5, acabado 2-1 para el equipo de Villanueva. Y mañana a las 12 del mediodía tendremos al Sporting Villanueva y al Cacereño. A las 5 de la tarde, Lorca Atlético Badajoz. Recordemos, en tercera división, el Extremadura, los de Almendralejos, e han impuesto 1-0 Almérida con gol de Rodolfo, jugado a las 5 de la tarde. Vamos a las ligas internacionales. Vamos primero a las Islas Británicas, a la Premier League. El Manchester United sigue ganando 0 a 1 al Swansea de Roberto Martínez, pero ya tenemos varios partidos finalizados. ¿Cuáles, o m c Mario? Así es,、eh, tenemos finalizado el Everton Gols,、eh, el Everton 2 Gols 1, Manchester City 3,、eh, Newcastle 1, West Brom 2,、eh, Bolton 1 y Sunderland 0, Fulham 0. Vamos ahora a Italia、eh, para ver cómo va el Inter de Ranieri. El Inter que va acabado finalmente 2-1 con gol de Larry Bay en el, en el minuto 88 y que con esta victoria se pone líder del calcio. Así que 2-1 Intercalari g、eh, i a las 9 menos cuarto comenzará el Napoli-Laccio y también a la misma hora, a las 9 menos cuarto, Fiorentina hace Milán con el rival del Barcelona en la próxima jornada de Champions. Y finalicemos la parte de fútbol con lo que ha ocurrido en la, en la Bundesliga. Dale, Lázaro. Pues desde las seis y media se está jugando en la Alianza Arena. Samuel, el Bayer Borussia Dormund, t ha marcado para el Borussia Dormund t 0-1 Goche. Partidos de las tres y media finalizados ya, a excepción del Colonia Mainz, que fue suspendido. Friburgo 0, Hertha de Berlín 2, Borussia m ö n c h e n g a p l a 4, Bremen 0, Salke 4, Juremer c e Recordemos o r los goles de j u t e r al uno de Raúl. Y Volsburgo 4, Hannover 96-1. Vamos ahora a la parte de baloncesto con un partido finalizado de la Liga en Endesa. Mario. El f u e n Labrada ha ganado al ha ganado Gran Canaria. 69-65. Exactamente. El, el resultado. Me falta ahí el resultado. Vamos a balonmano. o Y finalicemos esta ronda informativa de las ocho en punto con lo que ha ocurrido en Balonmano. En la jornada 10, Academia, Academia Octavio 22, Fútbol Club Barcelona Inter Sport 35. Empata 24 en Trantequera y r e a l a de Mar León. Huesca 20, Torrevieja 23. Balonmano Guadalajara 23, Balonmano Atlético 39. Caja 3 BM 15, a l s e r Puerto s e g u n t o 13, desde las 7 de la tarde.、Eh, caja caja Balonmano 15, a l s e r Segundo 13. Ciudad Encantada 13, Franking BM Granollers 10 desde las 7. Cuatro rayas, Valo d Mano, Valladolid a las 8 con Nat Naturhaus La Rioja. Y, Amay y Amayas e por San Antonio y El Betia Anetasuna a las 8 y cuarto. Pues esto es todo lo de la jornada,、eh, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido ya. Son las 8 y 3, vamos a una pausa.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 q u e damos 9 razones para que te comprometas. ¿Cuántas nos das tú? OC9, e el valor del compromiso. Onda Campus en juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Las ocho y cinco aquí en Onda Campus.、Eh, rápidamente vamos a conectar ahora con el Can Now, que allí está preparado Carlos Gata contándonos el partido entre el Barcelona y el Zaragoza. Carlos. Muy buenas tardes. De nuevo ha comenzado ya el partido y lo que se presumía un dominio del Barcelona, que es el que puso el balón en juego, y tuvo un par de acercamientos que no llegaron a más, porque la defensa de Zaragoza entre Lanzaro y Paredes consiguieron sacar ese esférico. Ojo, ahora de nuevo ataca el Barcelona y hay falta en ataque, posiblemente mano de Leo Messi. Ha señalado el árbitro, un Diano Mayenco, y pondrá el balón en juego el conjunto Maño. Como decía, de momento el dominio, presumiblemente, como era, es del f c b a r c e l o n a El equipo de Guardiola controla, toca y toca la bola en defensa, en medio campo y en ataque. Tuvo un córner hace un rato el f c b Barcelona, pero sin consecuencias. Sigue el, el partido, el que va a despejar a las Valdés, que tiene que sacarse. Es esférico de encima, vamos a ver quién llega sin problema a la defensa del de Zaragoza. Es Mateos el que despeja directamente a línea de banda y pondrá el balón en juego el f c b a r c e l o n a Sí, sí, Carlos, pero casi te mata siendo para la cabina, ¿eh? Casi me mato yendo. He salido a buscar un bocadillo que hacía. La barrica empezaba a sonar y he tenido que salir y volver corriendo y casi me mato. Bueno, pues ahí está.、Eh, bueno, los primeros compases de, del partido entre el Barcelona y el Zaragoza.、Eh, Yo no sé, pero a Messi yo no lo había agotado. ¿eh? Eso sí,、eh, ha tenido una ocasión、eh, un poco así frustrado, pero de momento yo a Messi que, no sé qué decía en la prensa, vamos, lo decían todos los periódicos, de que estaba agotado. No sé, yo, Mario, yo creo, que, yo creo que Messi se l e v e r á a partir de la segunda parte si realmente está cansado, pero vamos, este con todo lo que juega. En cualquier momento nos puede derritar con alguna jugada y, y a, ver quién dice, a ver quién es el guapo que dice que está cansado. ¿eh? Bueno, ahí lo vemos: un inicio、eh, a empezar a tocar para el Fútbol Corazón, intentar llevarse, aunque no está con, con la iniciativa del partido de momento. Y, y, el, Zaragoza, y el Zaragoza ahí、eh, atacando como puede a este Fútbol Club Barcelona. Eh, a... ¿Querías comentar algo, Mario? No, simplemente que llevamos seis minutos, todavía no ha sucedido、vale. absolutamente、vamos、nada que destacar, por lo que se ve. Y, y bueno, a ver qué es lo que lo nos depara este partido. Parece ser interesante, pero a ver qué pasa. Cuidado con, cuidado con Messi y con Alexis, que, que vienen de partidos internacionales. Y, y, y aunque el Zaragoza no sea, no sea el rival más difícil, no sé yo si ha sido una buena idea ponerlos desde el inicio. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Qué tal. ¿Qué tal transcurre el partido? Bueno, pues ahí estamos、eh, pendientes del partido entre el Cannes, pero primero una pausita musical.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 La causa de n juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Son las 8 y 10, seguimos aquí en Onda Campus.、Eh, vamos a conectar rápidamente en el Can Now para que Carlos nos cuente qué está sucediendo en estos primeros compases del partido. Dale, Carlos. Pues de nuevo ataca el Barcelona, o j el lanzamiento, no llega al remate, puede marcar. La saca la zaga y finalmente la para Roberto Latu i se a c u e n c a un pase desde la banda derecha. De Sés Fábregas al que no llegó Messi. Después remató Isaac Cuenca y el remate fallido lo detuvo finalmente Roberto. Primera gran ocasión del partido. Primera gran ocasión del Barcelona que está teniendo el dominio del esférico. Pero ojo con las contras d e Zaragoza que tuvo una hace un par de minutos en la que trataron de forzar un córner, pero finalmente el juez de línea decretó saque de puerta. El esférico de nuevo del Barcelona es x a v i Hernández, que se da la media vuelta. Ojo, hay falta, indica a un Diano Mayenco sobre el catalán, que además ha perdido la bota izquierda en la jugada. Vaya. Y、Car、tras esa ocasión se podía quedar el Zaragoza en superioridad numérica, pero señaló falta. Carlos, ya lo comentábamos antes、eh, en, una, en un pequeño debate que hemos tenido por aquí. Y es que el Zaragoza tiene, no tiene mucha pólvora, pero tiene una velocidad bastante buena, ¿eh? Ha tenido, como os decía, compañeros, una rápida jugada contra, pero ojo、sí. porque también en otra ocasión ha tenido una posición más o menos larga, lo que el Barcelona te permite. Ya sabemos que es muy complicado tener la bola cuando estás jugando frente al equipo de Guardiola, pero el conjunto maño comenzó a tocar y elaboró una buena jugada en centro del campo, que no llegó a nada. Y, y los entrenadores que empiezan a salir a l banquillo, sobre todo el vasco Aguirre, ¿no? que ha visto esa jugada de, que ha tenido ahí entre Cuenca y Alexis y ha, sali y ha salido rápidamente ya Aguirre. Porque parece que no le, no le ha gustado nada que el Barcelona empiece ya a acercarse más al área, ¿no? Está nervioso el mexicano porque está viendo que desde el primer minuto el Barcelona se está acercando a la portería que defiende Roberto y por tanto no para de dar indicaciones e instrucciones a sus hombres para tratar de mantener por lo menos el empate y quién sabe si en alguna contra poderse adelantar al Barcelona. Bueno, y lo que estábamos mencionando antes sobre las contras del Zaragoza, yo creo que la gran parte de la culpa de esas contras la tiene Luis García. Impresionante cómo sale con el balón、sí. y el gran criterio que tiene a la hora de repartir juegos. e ha notado muchísimo la incorporación de Luis García a este equipo,、mm -hmm. sin ninguna duda. Y bueno, Buena incorporación la del Derpostiga también, que además viene de marcar dos goles con Portugal en la victoria en la goleada por Sisa 2 ante Bosnia.、Eh, ha sido también crucial para que Portugal se clasificara a la repesca. Volvemos a conectar al Can Now. Vamos, Carlos, dale. Cambio de juego de pique para Daniel Besojo que pierde el balón el brasileño, pero lo recupera rápidamente el Barcelona. Esto puede originar bastante peligro. Es Xavier Hernández el que deja balón para Cés f á b r i c a s Abre la banda para Alexis. a h í Alexis Piquito del área. Trata de caracolear. Busca el centro. Alexis ha tocado un defensor de Zaragoza, pero el balón sigue siendo Barcelona. No, finalmente va a ser Roberto. El que detenga ese balón, que iba muy tibio, el remate, el amago de remate fue de s e s Fábregas. Sacó Roberto, juega Luis García en el centro del campo. Va a perder el esférico, no hay falta. l á n z a r o es el que pega el pelotazo a la banda izquierda, donde ya recoge Juan Carlos Pérez. Dejan corto para Fernando Meira, el portugués, que trata de zafarse de la marca de s e s Fábregas. El pase largo finalmente lo va a cortar Maswell y ya toca en defensa e l Barcelona. Maswell para Víctor Valdés, pierna derecha y está el portero que va a abrir a la banda donde ya espera el capitán Puyol. Juega Puyol con el esférico en corto para Sés Fábregas, centro del campo. Ahí tiene el balón el catalán, abre muy buena apertura. No cortó la zaga de nuevo el Zaragoza y vamos a ver si pueden salir a la contra. Es barrera en la banda derecha, pero ya están muy perseguidos, muy encima la, los jugadores del Barcelona. En esta ocasión es Keita el que tocó el balón. El árbitro además señala saque de banda para el f c b a r c e l o n a m u y p r e s i o n a Muy gorda, vamos, muy grande la presión perdón, del Zaragoza en el centro del campo. Se nota que se han aprendido bastante la lección y saben que tienen que ir a por Xavi, y ¿no, Carlos? Yo, yo creo yo creo que además el Zaragoza lo que, lo que está realizando es un desgaste en el medio campo, que es lo que más、eh, puede doler al Barcelona. De todas formas, yo creo que a raíz de, de que vayamos viendo minutos de juego, el Barcelona se va a ir comiendo al Zaragoza. El Zaragoza está aprovechando este tirón, los 20 primeros minutos reglamentarios de los que los dos equipos siempre salen a matar, y vamos a ver cómo, cómo acaba esta primera parte. Bueno, pero, pero están ordenados y, oye, han hecho un comienzo de partido bastante, sí, sí. y un planteamiento bastante bueno. Y en principio, 12 minutos. El Barcelona tampoco es el, es el equipo que, que arrasaba como en temporadas anteriores de los seis títulos y eso, pero está aguantando. Y, y si consigue aguantar ordenado, puede, puede sacar al volcán. ¿no? Sí,、o、es el... lo que he dicho antes. ¿no? Los equipos ya pues, tienen un poco la lección aprendida y se nota que, como le j u e a n al Barcelona, juegan más juntitos,、eh, sí. se meten más en el área. Sobre todo, en Zaragoza se n o t a mucho el trabajo táctico de Aguirre. Es un entrenador que le gusta. Es un poco como Mourinho, ¿no? son entrenadores que les gusta mucho trabajar primero desde la defensa y luego hacia el ataque, y se nota mucho el trabajo de Aguirre ahí en la, en la, en la línea defensiva. Sí, pero yo, ¿S -S quiero ver a, yo quiero ver la actuación de, del portero del Zaragoza. Bueno, ya ha tenido una y la verdad es que le ha salvado en los papeles. ¿Qué le gusta Roberto aquí a Mario?、Eh? Me gusta sí, me, mucho, gusta, ¿eh? me gusta porque no recuerdo bien qué partido fue. Y es que salvar Zaragoza, pero vamos. Contra, Nada, el, Madrid, contra, el, portero, Madrid,、sí. contra el Madrid le salvó、sí, sí. de una bastante m e j o r d a e、eh, s muy buen portero, vamos a ver si no termina marchándose no porque ya por ahí están asomando ya buitres. No me、eh... extraña, no me extraña. Increíble generación de porteros la que estamos viviendo aquí en España. Bueno,、eh, sí. vamos otra vez con Carlos a ver qué nos está contando Dale, en ese、Carlos. partido en el c a m p n o u Dale, Carlos. Pues ahora ha habido falta de Maxwell sobre jugares sobre el lateral del Zaragoza. Apuntaros que Alexis está muy participativo en el ataque azulgrana, pero no、sí. le están saliendo bien las cosas al Chico Maravilla en esa banda izquierda. Y que nuevamente Zaragoza tuvo una larga posesión en el centro del campo, pero es que cuando llegan ya las inmediaciones del área de Valdés, se ponen nerviosos, tienen pocos hombres y pierden el balón. Lo recupera con facilidad el Barcelona en defensa. Ha venido, ha venido con ganas, como tú dices, Alexis Sánchez, a pesar de que, bueno, de los dos partidos que has tenido con Chile, uno no lo jugó y otro sí, incluso se habló de que. De que había arriesgado con la lesión, pero de momento tú lo ve s bien, ¿no, Carlos、a、Alexis? Lo veo con muchas ganas,、eh, muy participativo y bueno, acaba de salir de esa lesión, acaba de volver de, de jugar con su selección y poco a poco recupera de nuevo el balón el Zaragoza. No es capaz el Barcelona de adentrarse en esos dominios de Roberto, pero va a perder de nuevo el esférico y es que no le dura mucho cuando trata de atacar、uh -huh. el balón al Zaragoza y lo tiene ya Puyol en defensa para el f c Barcelona.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 h Onda Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. you、mm -hmm. ¿Cómo estamos aquí con la música aquí en Onda Campus?、Eh, son las 8 y 19, conectamos con el Can Now.、Eh, me he fijado, Carlos, que el tiburón Puyol, como es conocido, ha tenido una muy buena ocasión ante anterior de remate de cabeza, ¿no? Así es, ha tenido una ocasión a la salida de un córner en el que su remate de cabeza se marchó muy desviado y nadie remató a l segundo palo. Pero ahora hay falta muy peligrosa cerca del piquito del área. La falta fue cometida por Juárez sobre x a v i Hernández y va a ser el propio jugador el, del Barcelona el que saque la falta. Ahí va el lanzamiento al área de x a v i Sin más peligro, el lanzamiento de falta ha sacado la defensa del Zaragoza. Y sí, como decías. Bueno, pues es que lo he querido destacar esa ocasión de Puyol. y que e s t e Puyol como salta, cómo tiene esa potencia en la s pierna s para saltar y hacer el giro con la cabeza. Yo creo que son las pelas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! l o l ¡Gol! l l g l ¡Gol! ¡Gol! l g l o l g En una falta muy similar a la anterior, la puso x a v i Hernández y el central del Barcelona remató de cabeza lejos del alcance de Roberto. Contenta, Se、Shakira. adelanta el Fútbol Club Barcelona. Barcelona 1, Zaragoza 0. Bueno, pues fíjate, había destacado el salto de, de Puyol en el remate de cabeza, pero ha marcado su compañero. ¿Qué decías? Que estaba contento Shakira. Joder, Shakira tiene que estar ahora mismo pegando saltos, es como una loca. Bueno, pues ahí está. El 1-0 marca el Barcelona, marca Gerard p i q u é Esto es lo que estamos contando desde el c a n n o u Bueno, está ganando el Barcelona 1-0 al Zaragoza. ¿Cómo, ¿Qué mal ha tenido que sentar el gol al Vasco Aguirre?、Pues、sobre todo porque la jugada ha venido de una jugada de estrategia, de una falta directa. No sé si has podido notar, Carlos, el gesto de, del Vasco Aguirre, pero tiene que estar bastante enfadado con la jugada, ¿no? Pues seguramente, es que siempre en jugadas a balón parado, pues,、eh, los entrenadores suelen acabar bastante enfadados por el tema de los marcajes al hombro y marcajes en zona. Y bueno, p i q u e se quedó solo, venía desde atrás, se adelantó a toda la defensa. Y remató, el Roberto no se esperaba que llegara el central desde tan atrás y no pudo hacer nada ante el testarazo de Gerard Piqué.、Uh -huh. Bueno, pues、eh, los goles de estrategia, sabemos que el Barcelona tiene ahí a Piqué o a Puyol, que siempre que suben estas jugadas siempre son un peligro constante y ahí gana、eh, un delantero man. Bueno, compañeros, se ha adelantado el Barcelona、eh, en estos, primer, estos 20 primeros minutos de juego. Empezar marcando o siempre es bueno, y más si el Barcelona lo hace en su campo, en el Camp Nou. No importante, si... importante ha sido, y además un buen gol y de un defensa en estrategia. Y lo que decías, quizás era, quizá era de, la, de las únicas posibilidades que podía tener, teniendo en cuenta lo bien ordenada que estaba la defensa maña, y, y dar un dato: que hace 45 años que el, que el Zaragoza no gana en el Camp Nou. Y, y con este gol, por ahora va, parece que no está todo hecho, pero puede que sean 46. Madre mía, 45 años. ¿eh? Ha llovido ya mucho. Bueno, y la verdad es que,、Joder. seamos sinceros, la verdad es que la resistencia de Zaragoza es muy poca. Y bueno, <coughs> vaticinamos un resultado bastante abultado. Y el, cuando el, el Barça empieza Empieza ganando, siempre se vaticina un, un resultado abultado. Y más si el Zaragoza defensivamente、sí. es un equipo que sufre mucho, sobre todo jugada a balón parado. Y lo acabamos de ver ahora mismo. p i q u é se ha aprovechado muy bien de ese balón. Cuidado, Messi. Ojo l básenos, fuera de juego.、Vale. Fuera de juego de Argentino, el pase de x a v i r Hernández desde atrás, lo levantó el banderín e Linier. La、bueno. gran pregunta, el tema del día es cómo, se, cómo está Messi, porque se, desde la rueda de prensa se le llega presionando a P. e Guardiola si lo iba a alinear o no. Si llegaba muy cansado, muy agotado, de momento, tú, Carlos, que lo estás viviendo el partido,、eh, Messi de momento, ¿cómo está de participativo? Messi está perfectamente bien, no se nota nada el cansancio ni lo que se ha estado comentando estos últimos días en、eh, la prensa española internacional. El argentino está rindiendo a buen nivel, tocando mucho el balón, siendo muy participativo y junto a su compañero x a v i Hernández, creando todo el peligro del Barcelona. O sea que le da igual que se pegue más de 20.000 kilómetros.、Eh, eh, Messi siempre lo vive, siempre disfruta con el fútbol, es buenísimo, como dice aquí Pedro. Y aquí lo estamos contando: el, el 1-0、eh, del Barcelona sobre el Real Zaragoza, con gol de Gerard p i q u é Seguimos aquí, son las 8.25. Han acabado dos partidos, sobre todo de dos equipos grandes: uno en Inglaterra. El Manchester u n i t e d ha ganado 0-1 al Swansea, ¿no, Pedro? El Manchester con gol de Chicharito Hernández y se pone segundo en la clasificación de la Liga Inglesa. Detrás del Manchester City, que también ha ganado su partido 3-1 contra el Newcastle, y parece、mm -hmm. que los dos equipos de la capital van a, van a tener una interesante pelea esta temporada. Sí, los cinco puntos se mantienen, pero ahí están los dos equipos de Manchester o j o e l ataque del、Lillera. Zaragoza! ¡Ojo e l ataque del Zaragoza! Juan Carlos Parez pase atrás el remate. Va a ser saque de esquina para el Zaragoza. Estuvo muy atento, Piqué. Para despejar ese remate, una contra r a p i d í s i m a recuperación en el centro del campo del Zaragoza. Cuatro jugadores del Barcelona presionaban a Luis García, que tenía el balón, pero la sacó perfectamente a la banda izquierda, donde Juan Carlos Pérez estaba absolutamente solo. El pase atrás de este, finalmente, a saque de esquina. Providencial ahí el corte de, de Piqué, ¿eh? providencial. Y nos quedamos ahí con el saque de esquina. Cuidado con el saque, Carlos. Ahí va el lanzamiento. Despeja la defensa del Barcelona, pero el balón le cae de nuevo. No ha habido falta, parece ser. Falta a favor del Barcelona. you、uh -huh. Bueno, pues、eh, buena jugadita ahí del Zaragoza, y ¿eh? rapidez al contragolpe, sí, sí. tiene velocidad como vosotros habéis destacado antes. Se le gana al Barcelona se le gana con transiciones rápidas、eh, y bien sabedor de ello es el Real Madrid. El, el año pasado el Real Madrid las h a c í a un poquito más lentas que este año. Yo creo que este año va a ser un gran partido el, de, el, el del Madrid y el Barcelona. Pero hoy estamos con el Zaragoza y el Zaragoza、eh, se ha aprendido bien la lección con esas, transi con esas transiciones rápidas y con esos pases、eh, rápidos también. Bueno, decíamos antes que el Manchester h a Había ganado su partido, pero también、eh, lo, ha ganado el... no, bueno, lo ha perdido el Bayern de Múnich. Ha perdido 0-1 con el Borussia. Cuéntanos, Lázaro. Pues así es: e n Lanzarena, Bayern de Múnich 0, Borussia de d o r t m u n d 1, Gol de Goche y el Borussia de d o r t m u n d Los dos Borussias se ponen empatados a 26 puntos en el segundo puesto de la Bundesliga, el primero Bayern con 28 puntos. Tenemos otro partido interesante en la Liga Griega. El Olympiacos y el p a n a t h i n a i k o s partido siempre interesante en esa liga. Sí, Han empatado a uno, Yebur y Seca, para los dos equipos. Es、sí, verdad, así que el Olympiacos y el p a n a t h i n a i k o s es como si fuera el Barcelona. El gran Derby el... de la liga griega, sí, sí. Sí, señor. Y el rival del Valencia, el Jeng, Empatando, a cero, empatando el a cero con el Westerlo, el próximo rival、sí. del Valencia en, en Champions. Y, y nada, minuto 27, 0-0, y a ver qué hace el próximo rival que. Que no se puede e s p i s t a r al Valencia, pero oye, tiene, tiene buena pinta y el partido un poco s o s o pero 0-0 van. Bueno, pues esto todo、eh, lo resumiremos más detenidamente en la ronda de las ocho y media. Porque apostamos por la solidaridad. Onda Campus.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 En Onda Campus te dejamos que tomes el control. Te esperamos. Onda Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. n o s v a m o s de ronda informativa por España. Primero por la Primera División. El partido que se ha jugado a las 6 de la tarde. Finalizado ya Villarreal 1 con gol de Borja Valero. Real Betis 0. n o s v a m o s al Can Now. Minuto y resultado entre el Barzón y Zaragoza. Carlos. Estamos ya en el minuto 28 de esta primera parte. Vence el Barcelona con gol de piqué. Barcelona 1, Zaragoza 0. A las 10 de la noche el Valencia Real Madrid. Para mañana a las 12 se deja el Real Sociedad Español. A las 4 Sporting Getafe y Ososuna Raya Vallecano. A las 6 Sevilla a t Leti Club. A las 8 Atlético Madrid Levante. A las 10 Granada Mallorca. Y para el lunes a las 9 el Racing Málaga. Vámonos ahora a la segunda división, la decimocuarta jornada. ¿Cómo han finalizado esos partidos que han empezado a las 6 de la tarde, Pedro? En el Real Murcia Barcelona B0-2 para los catalanes, el Numancia 1, Huesca 1, Girona 1, Sabadell 1, Córdoba 3, Alcorcón 1, Celta de Vigo 0, Hércules 1, Alcoyano 2, Recreativo de Huelva 1 y el último partido de las 6 y media, Las Palmas 0, Serez 0. Recuerdo que el Real Valladolid 2 Villarreal B1, partido que se j u g a d a a las 4 de la tarde. y Ayer el g i n e s t y y el Guadalajara empataron a cero. Para mañana, el domingo a las 12, el Che Deportivo de La Coruña y a las 8, Almería, Cartagena. l a sacó ahora de momento el Zaragoza. Sigue Leo Messi en el área. Puede marcar, puede marcar. Messi, Messi, Messi, Messi. ¡Fuera! Gran ocasión del argentino que a punto estuvo de hacer el segundo, caracoleando en ese lado derecho del área. Y su remate final se marchó al lateral de la red. Ahí está la ocasión del Barcelona a punto de marcar el segundo.、Eh, seguimos en la ronda informativa. Vamos a la segunda división B, el grupo cuarto. Equipos extremeños, Lázaro. Recordemos, Villanovense, Sevilla Atlético, jugado a las 5. Victoria para el Villanovense 2-1. Y mañana a las 12 del mediodía, Sporting Villanueva Cacereño. A las 5 de la tarde jugarán Lorca, Atlético y Badajoz. En tercera división, recordamos marcadores: Extremadura, Mérida. Ganaron los de Almendralejo 1-0 con gol de Rodolfo. Y los resultados de Inglaterra de la Premier League nos los trae Mario Moreno. Pues sí, tenemos el s v e、eh, n s i e que ya han terminado 0-1, Manchester United ha ganado, y luego los siguientes resultados definitivos、eh, por fin: Everton 2, Wolves 1, Manchester City 3, Newcastle 1,、eh, s t o c k City 2,、eh, Quick Park Rogers 3,、eh, Wigan 3, Blackburn 3, Sander,、eh, Sunderland 0, Fulham 0, West Brom 2, Bolton 1. Y tenemos el Norwich City 1, Arsenal 2. ¡Ojo,、dos. peligro! De nuevo Messi, sigue el peligro de marcar el Barça. El ¡Rechace! el ¡Roberto! Mía, La tuvo Alexis ahora t r a s varios rechaces, pero su disparo、Muy、lo malo Roberto. Antes de nuevo, Leo Messi se internaba en el área y se marchaba de varios rivales. s Pero no pudo ser. Lo detuvo de nuevo Roberto. Así que se mantiene el 1-0. Pero ojo que el Barcelona aprieta y busca el segundo. Increíble, Roberto. Qué parado. Os sea, lo decía. Está, está cerquita, está cerquita.、Uh. Seguimos en ronda informativa. Ojo、eh... peligro Zaragoza. Puede marcar, puede marcar el Zaragoza. Fuera de juego. Fuera de juego del Zaragoza. Se quedaba Luis García solo delante de Víctor Valdés. Pero el l i n i e r levantó el banderín y acertó. Estaba fuera de juego el jugador del Zaragoza. Va bien, va bien el partido porque no tenemos ni un momento de respiro. Ahora sí, a ver si podemos ya ir a la Italia, a la Serie A. ¿Cómo han quedado esos resultados? ¿Cómo ha quedado el Inter de Ranieri? El Inter. Inter de, el Inter de Milán se ha llevado la victoria ante el Cagliari por 2 a 1, con goles de Thiago Mota y c o u t i n h o y Larribey para el Cagliari. Y es líder de la, del calcio a las, a las 9 menos cuarto, dentro de un c u a r t i t o de hora, Napoli-Laccio. Y a la misma hora, Fiorentina hace Milán con el próximo rival del Barcelona en Champions. Y ahora nos vamos a ir a la Bundesliga、eh, con esos resultados ya finalizados, con el gran partido que hemos vivido entre el,、eh, entre el Bayern y el Borussia d o r t m u n d En el Alianza arena, Barcelona, Barcelona! ¡Vamos a ver el r e c h a c e de nuevo! o v a l o n o a l frontal! ¡El d i s p a r o ¡Roberto!、Ay. De nuevo, Roberto, el disparo. s a n Roberto. Pabres, que sigue el peligro. a <risas> va el pase. m Vamos a ver, Daniel. b e s a l que busca el esférico. El árbitro no señala nada. Y finalmente, ahí sí, señaló falta a favor del Zaragoza. Bueno, ahora está ahí el Reverto evitando el segundo gol del Zaragoza. Pero bueno, seguimos aquí en Alemania, Lázaro. Bueno, seguimos en Alemania, en la Alianza Arena, como decíamos. Bayern de Múnich 0, Borussia Dormund t 1, gol de g o c h e Recordamos, se mantienen en el segundo puesto empatados a puntos. 26, los dos Borussias, Dormund t y Mochengladbach. Líder sigue el Bayern de Múnich con 28 puntos. Partidos jugados a las 3 y media, excepción del Colonia y Mainz, que fue suspendido. Friburgo 0, Herta de Berlín 2. Borussia Mochengladbach 4, Bremen 0. Salke 4, Nuremberg. Cero, dos goles de j u n t e r y uno de Raúl, Volsburgo cuatro, Hannover n o v en t i s s uno en la liga griega. Para Tiraico sigue el ir de tras empatar con el o l i m p i a k o s a uno y, tam y también recordar que el j e n k el rival del Valencia en la liga belga, está empate a cero con el Westerlo. Estamos、en ronda, vamos ahora a otros deportes. El malocesto, el único partido que se ha jugado en la liga a n Desa, Mario. Fue labrada 69, Gran Canaria 65. Y finalizamos con la jornada 10 en balón mano. En la Liga Sobal, Academia Octavio 22,、pa、Barcelona Inter Sport 35. Empata 24 entre Antequera y Ademar León. u e s c a 20, Torrevieja 23. c a v i t Balón Mano Guadalajara 23, Balón Mano Atlético de Madrid 39. Caja 3 BM 15, Alcer Puerto Sagunto 13. Ciudad Encantada 13, Franky Balón Mano Granullers 10.、Y、en el partido de las 8, 4 Rayas BM Valladolid 7, de... La t r u j a d o La Rioja 13.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 よ a よしよし a しよし e r o しよ a よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし en、よ o よしよしよしよしよ e s t よ m o しよし t しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ o よ e よ t よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ c よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし a しよしよ Pues ahora es el Barcelona de nuevo el que está intentando atacar. Vamos a ver esa media vuelta de Messi. Saca la defensa del Zaragoza y aprovecho para comentaros un par de cosas que han ocurrido en el partido. Y es que una falta de Lanzaros sobre Chavi ocasionó la primera tarjeta amarilla del partido para el defensa del Zaragoza. El propio jugador de Terrasa se encargó de lanzar esa falta que se fue muy cerca del palo y ataque a nuevo el Barcelona. Trata de combinar a Alexis el lanzamiento. Roberto de nuevo, Roberto de nuevo que está salvando al Zaragoza de ir perdiendo por más de un gol. Y ahí va ahora Dani Alves el lanzamiento directamente fuera del brasileño. ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo está Roberto? Está ¿Cómo está Mario con su p a c e n t e No me extraña que Mario、no、esté tan sumamente enamorado lleno, del metamaño porque sí, o sea,、sí. no es para mí. Hasta.、No es Es un gran jugador y ya decías que es el segundo Santos de España.、Ahí. Como os comentaba, compañeros, esa amarilla para Lanzano en defensa no fue la única del partido, porque minutos después Juárez, que cometió una falta sobre m a s w e l l también recibió cartulina amarilla y además se perderá el siguiente partido. Vaya, pues ahí está, las incidencias sobre el Zaragoza se le están acumulando los problemas. Ahora, eso sí, tiene de momento al Salvador, de momento a Roberto. ¿Cómo ves tú a los técnicos ahora mismo, al, al Vasco Aguirre? Pues os podéis imaginar, compañeros, cómo está el Vasco Aguirre. Y es que lo veíamos con las manos en la cabeza tras esas、eh, ocasiones del f c b a r c e l o n a tan seguidas. Porque también un balón que puso Daniel v é l e s desde la banda no llegó a rematar Messi. Y ve muchos problemas. Ojo a la falta ahora. El árbitro dice que no, que siga el juego. Una dura falta parecía, pero. Parece ser que no fue así. Os comentaba de Aguirre que se lleva las manos a la cabeza, que no lo ven a d a claro y prevé posiblemente en su cabeza una goleada del Barcelona. Guardiola también está nervioso porque no termina de cerrar el partido su equipo y sigue dando indicaciones a pie de campo a sus jugadores. Sí, pero vamos,、eh, la goleada no llega porque está bien Roberto y, y otra Parece... cosa. Parece, Samuel, que Mateos, el central、sí. del Zaragoza, tiene una brecha en la cabeza.、Vaya. Posiblemente de esa, de esa jugada que hemos visto ahora, que el árbitro dijo que no había sido nada. Lo hemos visto sangrar ahora al, al jugador zaragocista y van a entrar, no va a salir el jugador. Y ya hay, calen, ya hay gente calentando en,、eh, la, en la zona cercana al, best, al banquillo del Zaragoza. Pues ahí está el central、eh, creado, la cantera formada, la cantera madridista. Mateos, ahí con esa brecha. Vamos a ver si, si podrá continuar. Nos lo contará Carlos Gata ahora.、Eh, el Barcelona、eh, ha comenzado ahí un poquito, que si dominaba el partido o no. Ha tenido alguna jugada el Zaragoza en, el que, en un contragolpe en el que ha podido marcar incluso. Pero ahí está, con el paso de los minutos, el Barzón, en cuanto ha marcado el gol, se ha hecho doño, señor del partido.、Y、eso es lo que tiene, ¿no? Que si juegas en el Cannou y dejas que el Barcelona se te adelante,、eh, ya es claro, ya se, con el paso de los minutos se va dominando más el partido y el Zaragoza, yo lo estoy viendo, que se va echando cada vez más atrás, ¿no? No, compañeros, que no sé qué opinaréis. No, sí, ¿eh? Aparte de lo、sí. de la brecha de Mateo, que está, está echando sangre el pobre chaval. Como... Sí, sí, parece un c o r r i n o Bueno, el, el caso es que se ve claro que, que el Barcelona poco a poco va ahí comiendo el terreno al Zaragoza y habrá que estar atentos a, a las actuaciones de, del equipo z a r a g o z i s t a Bueno, pero ¿no? tampoco, yo creo que el, el Barcelona tampoco debería confiarse mucho porque hemos visto cómo、eh, cuando empieza a atacar todo el equipo se suben arriba. Y a Luis García no le, gusta, no, le, no le cuesta mucho coger el balón y lanzarse con una moto a la contra.、Sí. Y vamos,、eh, la jugada de la, la última. Madre mía. <ríe> madre mía, qué entrada veíamos ahí ahora, Alves. Bueno, decía no, que la, la última jornada, de, la última jornada la última jugada de Luis García lo veíamos que iba con una moto. Pues... Pero porque p i t ó fuera de juego, pero si b a con una moto hacia v i s t r o Valdez y en una de esas,、sí. el Zaragoza puede tener la misma fortuna o más que, la de, que el Barcelona. Eh, eh, Carlos, ¿ha entrado ya Mateos al campo? ¿Todavía le están atendiendo? Pues le están atendiendo, le están poniendo un vendaje muy aparatoso en la cabeza, pero parece que se va a reincorporar el jugador, como decías, formado en la cantera del Real Madrid. Poco después hemos visto también una falta de Isaac Cuenca sobre paredes que se dolía en principio el lateral izquierdo del Zaragoza, pero que no fue a más. Bueno, pues a ver si puede entrar o no el central de Zaragoza en cuanto le pongan ese vendaje. Está ganando 1-0. Y ojo al centro de Zaragoza, saca pique el balón, pero puede quedar a la frontal para Barrera. Vamos a ver, finalmente logra mandar el balón atrás. Sigue tocando el Zaragoza, Barrera, banda derecha, puede buscar el centro. En c a r a m a s vuela y sigue Barrera, Barrera puede buscarlo así. Busca el centro, Valdés. El balón a las manos de Víctor Valdés. Y saca ya rapidísimamente el Barcelona que quiere buscar la contra. Vamos a ver ese pase. Ahí está Leo Messi. Trata de salir del primero, pero cortaron la progresión del argentino que tiene que recular. Vuelve a superar línea de centro del campo para abrir a Dani Alves. Continúa Dani Alves que tiene esa cuenca a la derecha. Puede preferir el centro. Lo separa el brasileño. La saca atrás para x a v i Hernández. El pase interior de x a v i Hernández. Lo saca la defensa. Lo saca efectivamente de la defensa de Zaragoza. Vamos a ver si sale a la contra. Ahí está Balón a la banda izquierda para Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez, el cambio de orientación, nada para el Barcelona. Bueno, pues ahí tímidamente el Zaragoza dejándose ver en ataque. Como digo, el Barcelona está ganando 1-0 al Zaragoza. Nos estamos acercando al descanso. Todavía no hay ni tiempo cumplido, ni tiempo de prolongación ni nada, ¿no, Carlos? Ojo, peligro, puede marcar el Barcelona de nuevo Messi. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Messi. El que estaba cansado. Volvió el Barcelona, así es. El que estaba cansado dio muestras de ello. Y apenas pudo regatear por ese cansancio a los jugadores del Zaragoza y plantarse delante de Roberto. Le dijo Roberto, espérate que voy a sentarme un momento. Y esta vez el portero Maño no pudo hacer nada ante el cansado del fútbol español. Buen pase interior de x a v i Hernández. Al jugador argentino, recorte y con la pierna derecha poco o nada puede hacer Roberto ante un cansancio como este. Iba a f i s e a d o、no, iba a f i s e a d o、no, Ahí Roberto, aunque sea muy bueno, pero esa jugada que, que es típica de, de Messi, que en una baldosa te regatea y, y no, no hay mucho que hacer ahí. Bueno, pues el Barcelona, si ya de por sí estaba Guardiola nervioso no, Carlos, de que, de que quería que rematara l partido, pues aquí ha llegado, ¿no? El 2 a 0 y justo al descanso, no, no está nada mal, ¿no? La tranquilidad llega al banquillo Blaugrana. Guardiola puede estar contento por la actuación de sus jugadores. Y bueno, apuntaros que Messi no ha celebrado el gol porque efectivamente estaba cansado. Así que sale directamente a su campo para no tener que celebrar y correr durante la celebración del mismo. No, está a casa para, para celebrarlo, pero luego para jugar, fíjate, ¿no? Este, esto es así, esto es Leo Messi y Javier Aguirre que se ha sentado ya, pues, esperando que se termine la primera parte cuanto antes, ¿no? Así es, Javier Aguirre se sienta ya. Si es que poco se puede hacer cuando el Barcelona juega a este nivel, lo intenta el Zaragoza. Ojo, de nuevo, el Barcelona atacando, corta la defensa y la va a sacar la zaga zaragocista. Pelotazo largo y control de nuevo del Barcelona en defensa. Como te decía, Aguirre pues resignado con lo que está viendo en el terreno de juego. El Zaragoza no inquieta la portería de Víctor v a l d é s salvo el centro de barrera hace unos minutos que detuvo el meta barcelonista. Y poco más, no puede acercarse a las inmediaciones del área Blaugrana porque, en cuanto lo intenta, la defensa del Barcelona recupera el balón y、e、intenta salir a la contra. Bueno, ¿en qué minuto estamos, va, Carlos? Va, va. Pues en、eh, minuto 44, nos acercamos al final de la primera parte. Mira, puede marcar、mira. el Barça de nuevo el bueno, centro, no、bueno. remata bueno, nadie y será saque de puerta. Se... A punto estuvo <risa> Seis、sí, Fábregas en el minuto casi 45 ya de esta primera parte de marcar el tercero para el Barcelona. Bueno, ahora, ahora Cés ahí llegando en, de segunda línea, puntito. También de marcar el tercero, pero ya sí, me parece que ya estamos en tiempo de descuento. ¿Cuánto se ha prolongado? Un minuto, ¿no? Se prolonga un minuto en el terreno de juego y comentaros que no fue x a v i el que dio el pase anteriormente, fue s e s Fábregas y es su tercera asistencia en lo que va de temporada. Bueno, pues、eh, vamos a esperar a que finalice esa primera mitad, que nos lo anuncie Carlos Gata. Mientras tanto, el b a r c e l o n a que se va a ir con una buena renta al descanso, 2-0,、eh, con goles de p i q u é y de Leo Messi. Otro más para el Pichichi. Por lo tanto, Cristiano r o n Aldo va a tener después a las 10 de la noche la presión de tener que marcar más goles, porque ya Messi le adelanta, no sé en cuántos le ha adelantado en el Pichichi, pero、eh, más motivación para el Real Madrid、eh, luego a las 10 de la noche y más motivación para Cristiano. Mario. Yo creo que Cristiano hoy va a marcar un gol mínimo. Porque tal y como está jugando el Real Madrid últimamente, el Valencia lo tiene bastante crudo. e ¿eh? Hombre, h una buena defensa tiene el Valencia, eso está más que claro, pero es que estamos ante la delantera más efectiva de la liga.、Uh -huh. Y se trata de, del Real Madrid con igualdad. Final, la... final de la primera parte en el Camp Nou. El partido se murió con una falta del Zaragoza a las manos de Valdés. Vence el Barcelona. Los goles de p i q u é en el minuto 18 y de Messi en el 43. Barcelona 2, Zaragoza 0.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 Onda Campus 24 Horas Contigo, la radio que siempre、horas. te acompaña.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 h Onda Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Son las 8 y 51, seguimos aquí en Onda Campus y、eh, tenemos que comentar,、eh, conectar con Carlos, que aunque e s t é en el descanso, le voy a preguntar cuál ha sido para ti el mejor jugador de cada equipo y la jugada con mejor sabor. Carlos. Pues comencemos con el mejor jugador de cada equipo por parte del Zaragoza, el portero Roberto, que a pesar de esos dos goles ha evitado que el resultado al descanso pudiera ser de 4 o 5 a 0. Y por parte del Barcelona, pues、eh, al jugador cansado por excelencia, al jugador que cuando vuelve de jugar con su selección pues no es capaz de mantenerse en pie en el terreno de juego. Leo Messi, que con su gol y con su juego está haciendo que el Barcelona venza por dos goles a cero. Sí, bueno, Messi,、eh, Alexis también está muy bien. que Fíjate que son jugadores que se han, se han pegado una buena paliza c o n s u seleccione s s y han estado bien. También el chaval Cuenca, bueno, cualquiera. Ahora mismo del Barcelona, la verdad que no ha, no ha hecho mal la primera parte, ¿no, Carlos? ¿Qué opinas tú? No ha hecho mal la primera parte, pero de los tres jugadores de, de adelante, yo solo te destacaría a Messi, porque como te contaba, Alexis está siendo muy participativo, pero no le salen las cosas al chileno. Y Sac Cuenca no está participando demasiado en el terreno de juego. Está en la banda derecha, pero ahí el protagonismo lo está teniendo Dani Alves con sus subidas. Y en、eh. cuanto a la jugada con Sabor, pues la del segundo gol: un pase magistral de s e s Fábregas, un recorte de Messi y la pone donde Roberto pues, no puede hacer nada.、Uh -huh. Bueno, eso en el, en el Fútbol Club Barcelona, en el partido que está ganando 2 a 0 Zaragoza. Estamos ahora en el descanso. Y ya por ahí están rulando por ahí las alineaciones del partido que se jugará a las 10 de la noche. Un partidazo. En Mestalla, entre el Valencia y el Real Madrid, ¿no es así, Lázaro? Así es, Samuel. Partidazo en Mestalla, donde a la postre y sobre el papel puede salir el perseguidor del, del Barcelona, el campeón de Liga. Y ya tenemos confirmadas alineaciones: tenemos Aguaita en portería, defensa de cuatro en el equipo de u n a i e m e r y para Miguel, Rami, Víctor Ruiz y Jordi Alba, medio del campo para a l Velda y Tino Costa, línea de tres por arriba, Jonas, f e g u l i y m a t i é y arriba en punta, Soldado en el equipo de Mourinho. Portería para Casillas, línea de 4, lateral izquierdo Marcelo, central e Sergio Ramos y Pepe, lateral derecho Arbeloa, centro del campo para x a v i Alonso y Quedira, línea de 3 en ataque Ocil, Callejón y Cristiano Ronaldo, y en punto de ataque el Pipita Iguay. Bueno, pues eso, las alineaciones de ambos conjuntos, aunque luego ya más adelante, cuando nos acerquemos a las 10 de la noche, nos lo certificará nuestro compañero José Emiliano Barrena, que será el encargado de narrar ese partido. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estaremos preparando todo para esa ronda informativa de las 9 en punto. o n a Campus 24 Horas contigo, la radio que siempre te acompaña.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 Onda Campus en juego, con Samuel Hernández y Mario Moreno. No s vamos de ronda informativa cuando son las n u en v e e punto, desde aquí, desde Onda Campus. Empezamos por la primera división. Un resultado finalizado: el Villarreal Betis, jugado a las seis de la tarde, 1-0, con gol de Borja Valero. En el descanso estamos del Barcelona-Zaragoza. Está ganando 2-0 el Barça. 2-0 con goles de p i q u é y Leo Messi. El partido es a las 10 de la noche, es el Valencia Real Madrid. Para mañana a las 12, Real Sociedad Español. A las 4, Sporting Getafe y Usosuna Rayo Vallecano. A las 6, Sevilla Atlético Club. A las 8, Atlético Madrid Levante. Y a las 10, Granada Mallorca. Para el lunes a las 9 se deja el Racing Málaga. Vamos ahora a la liga adelante, la decimocuarta jornada. Resultados finalizados: partidos que empezaron a las 6 de la tarde. Real Murcia 0, Barcelona B2, Numancia 1, Huesca 1, Girona 1, Sabadell 1, Córdoba 3, Alcorcón 1, Celta de Vigo 0, Hércules 1, Alcoyano 2, Recreativo de Huelva 1. El partido terminado a las 6 y media: Las Palmas 0, Seré, Jerez 0. Y a las 4 empezó el Valladolid v i l l Aralbey, r ya ha finalizado 2 a 1 con victoria del equipo local del Valladolid. También el partido de ayer viernes,、eh, Gimnastic 0, Guadalajara 0. Para mañana se deja a las 12 el Elche Deportivo y a las 8 el Almería Cartagena. En segunda B, en nuestro grupo cuarto de los equipos extremeños, solo se ha jugado un partido. Recordamos recortados,、eh, resultados, Samuel Perdón, Villanovense 2, Sevilla Atlético 1, jugado a las 5 de la tarde. Mañana a las 12 del mediodía tendremos al Sporting Villanueva contra el Cacereño y a las 5 el Lorca Atlético Badajoz. Recordamos resultados en tercera, jugado el Extremadura América. A las 5 ganó, ganaron los de Almendralejo 1-0 con gol de Rodolfo. Vamos a la Premier League con los resultados que nos trae Mario Moreno. El Swansea 0, Manchester United 1, Everton 2, Wolves 1, Manchester City 3, Newcastle 1, s t o c k City 2, Quick Pack Rogers 3, Sunderland 0, Fulham 0, w e s t b r o m 2, Bolton 1, Wigan 3, Blackburn 3, Norwich 1, Arsenal 2. Y la jornada en Italia con dos partidos que ya llevan varios minutos ya de juego,、eh, no s lo cuenta Pedro Almendro. Desde las nueve menos cuarto, Fiorentina cero, Milán c el r o e próximo rival del Barcelona, el Milán.、Eh, y a la misma hora, desde las nueve menos cuarto, Napoli y Lacho, cero también. Acabó el partido de las seis de la tarde, el Inter d e Milán ganó、eh, 2-1 al Cagliari, así que los de San Siro son más líderes en el calcio. Vamos ahora a la Bundesliga en Alemania. Vamos con los resultados, Lázaro. Recordamos resultados en la Bundesliga. Samuel, jugado en el Allianz Arena a las seis y media. Bayern cero. Borussia d o r t m u n d uno. Gol de Goethe. Recordamos los dos Borussia s empatados a veintiséis puntos en el segundo puesto. Líder el Bayern de Múnich con veintiocho. Partidos de las tres y media, excepción del Colonia Mainz que fue aplazado. Friburgo cero. e t a de Berlín dos. Borussia m ö n c h e n g l a l a p a cuatro. Bremen cero. Salke cuatro. Nuremberg cero. Un gran j u n t e l a r con dos goles y uno de Raúl. Y Wolfsburgo 4, Hannover 96-1. En Grecia, el derby entre Panathinaikos y o l i m p i a k o s n o s deja al Panathinaikos líder, gracias al empate a uno cosechado. Y recuerdo que el j e n k el rival del Valencia esta semana en Champions,、eh, va 0-0 con el Westerlo. Y el, de, el rival del Real Madrid, Diego de z a g r e ha vencido por 0-3 al RNK Split. Vamos a baloncesto、eh, con Mario Moreno. El f u e n a b r a d a ha quedado 69, con 69 puntos. Gran Canaria 65. Y en este momento se está jugando el Vizcaya Cajasol, que van 28 puntos empate. Y terminamos la ronda con la jornada 10 en Balonmano. Nos lo traen los resultados Lázaro y Pedro. En la Liga Sobal, Academia Octavo 22, Fútbol Club Barcelona Inter Sport 35. Empata 24 puntos en Tantequera, Balonmano y a d e m á s León. Huesca 20, Huesca 20, Torrevieja 23. Cuavit, Balonmano Guadalajara 23, Balonmano Atlético de Madrid 39. Caja 3 BM 15, Al ser Puerto Sagunto 13. Ciudad Encantada 13, Frankie, Balonmano g r a n o l l e r s 10. Cuatro rayas BM Valladolid, 13. Naturjaos, La Rioja, 19. Y desde las 8 y cuarto a Mayas por San Antonio, 12. El Betia, Naitasuna, 9. Eso es todo lo que ha ocurrido.、Eh, lo, lo estamos contando aquí en Onda Campus, en la ronda informativa. Porque me gusta la radio. Porque me gusta el deporte.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 h Onda Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Enseguida conectamos en el CanNow con Carlos Gata, pero antes、eh, nos están llegando en las redes sociales, en el Twitter concretamente, algunos tweets que, vamos, que va a destacar aquí mi compañero Lázaro Caldera. Cuéntame, Lázaro. Sí, señor Samuel, nuestros oyentes nos saludan a través de Twitter y nos dicen así: Elena Fernández quiere participar un día en el programa. Pues bueno, Elena, pásate cuando quieras por aquí y te hacemos un huequito. Rodrigo Tinoco, nuestro n amigo Rodrigo, nos dice, que, al, dice a, a sus amigos Aftefan de las s s de nuestros compañeros de comunicación audiovisual. En arroba f u e r a de juego barra baja onda campus. Buen programa, chavales. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias. Paul García nos cuenta que su primero, en su primera opción era escuchar Onda Deportiva en juego, pero que al oírle ha tenido que cambiar a otro programa. Pues que lo vuelvo a intentar y hay que darle a escuchar Onda Campus en OndaCampus.es. Y muchas gracias también por su apoyo y por seguirnos en Onda Campus. Sí, además eh, eh, viene muy bien que vengan chicas y que quieran participar en el programa, ¿eh? porque somos aquí mu bueno, muchos hombres. t o n e Aquí, aquí hay mucho s macho, s dicen por ahí que esto es un campo nabo. Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, ca Carlos Gata, cuéntame desde el CanNow qué está sucediendo, porque ya ha empezado la segunda mitad. Pues muchas cosas han sucedido en esta segunda mitad. Lo primero, resaltar que ha habido un doble cambio por parte del Zaragoza. Se ha marchado Barrera dando paso a la fita y se ha marchado también Juan Carlos. Y ha entrado Rubén Mica en un cambio un poquito ofensivo por la posición de la fita con respecto a Barrera. Y hemos tenido una muy, muy buena ocasión del Barcelona. En el minuto 47, un pase de Leo Messi dejaba a Sés Fábregas solo delante de Roberto. Pero adivinad lo que ha pasado: el meta del Zaragoza ha sacado una mano impresionante para evitar el tercero del Barcelona. En la jugada siguiente, una contra del Zaragoza acabó en nada. Bueno, pues ahí está la segunda parte que ha comenzado. ¿Y cómo, cómo ha comenzado, Carlos? Con los dos equipos enchufados con el Barcelona, como estoy viendo, más al ataque, ¿no? Ojo, peligro atrás del Barcelona. Puede ser Leo Messi el que marque, pero no se e s c o r a demasiado en la parte izquierda del área. Trata de salir del recorte. Tiene dos encima ya el argentino que tiene que retrasar para Maswell. Maswell atrás para Sés Fábregas. Vamos a ver el pase. Se queda solo. Ojo, fuera de juego. Fuera de juego del Barcelona. Sacará el Zaragoza en defensa. Pues ahí está, el, la segunda parte que ha comenzado en el Cannot, más o menos la misma tónica, con el Barcelona、eh, yéndose al ataque, con el control del partido y el Zaragoza con un gran Roberto.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 Onda Campus en juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Las 9 y 10, este sábado glorioso de fútbol aquí en Onda Campus. Y nos siguen llegando tweets, nos siguen llegando mensajes a nuestra red social en Twitter. Nos lo cuenta Lázaro Caldera. Así es, Samuel. Nos llega un interesante mensaje de nuestro compañero Sergio Moro. En tercera división se ha jugado el partido Valde la Calzada Chinato. Victoria para Valde la Calzada 3-2. Y nos dice que gran programa. Enhorabuena. Muchas gracias, Sergio, por mandarnos este dato. La verdad es que nos pida, sé si, un poco de sorpresa, pero muchas gracias. Y saludos de Pedro Almodóvar. Un saludo afuera de juego barra baja Ozma Campus, que seguro que hacen un p r o g r a m a Muchísimas gracias a todos y seguís mandando mensajes que os los leemos. Bueno,、eh, quiero decir que me parece、eh, muy bien que nos esté enviando todo. Gracias por el programa, gracias por no sé qué. Eso significa que lo estamos haciendo bien, ¿no? Fíjate. s a es de lo que se、Eso、puede d e vamos. Y vamos, que lo estamos haciendo bien, sobre todo publicitándonos, d i c i e n d o a la gente que nos escuche. muy bien. Muy bien. ¡Ojo el Barça! ¡Roberto, Roberto, gol! Golazo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Tiburón Puyol. Puyol, Puyol, Puyol. Marca el Barcelona el centro desde la parte izquierda. El remate que en primera instancia sacó Roberto y parecía tener controlado. Pero apareció el Capi para rematar la portería y hacer el tercero de la tarde. Marca h i el Barcelona de nuevo. Marca Puyol. Barcelona 3, Zaragoza 0. Bueno, pues ahí está. El tercer gol del Barcelona han marcado los dos centrales, tanto Puyol como p i q u é No. ¿Cómo está la defensa? Mario, que... ahora empieza tu amigo Roberto a encajar los、oh, goles. ¿eh? Oh. Hombre, está teniendo méritos、eh, el hecho de recibir solamente tres goles. O sea que, bueno, a ver a ver cómo va. ¿Y cómo le ha remañado ahí,、eh, Carlos? ¿Cómo ha remañado ese balón Y como si fuera un, un killer del área y un delantero? Parece que, que hubiera marcado goles así toda la vida, Puyol. ¿eh? La defensa... Carlos. Sí, compañeros. Que, que, te, que estábamos comentando que cómo ha rebañado ese balón Carles Puyol ahí. Rebañó, una... rebañó el balón el capitán tras ese primer remate que paró Roberto. Quedó Puyol en el suelo y de una media vuelta en el, en, en el suelo marcó y rebañó. 40 jugadores Barcelona va a salir. Parece que Andrés Iniesta y Tiago h es el otro. Jugador que parece que va a salir en el Fútbol Club Barcelona. Ahí para reforzar、sí, este centro del campo. Yo creo que ya pensando un poco en dosificar jugadores, ya que el Barcelona tiene que jugar. Y ¡Ojo, y de nuevo, como v e n i e el cuarto, el remate! ¡Lo saca la defensa del Zaragoza! Y, y pasa el peligro. Comentaros un, un dato, compañeros, y es、sí. que la última vez que marcaron Puyol y Pique en el mismo partido, el resultado, no sé si os acordaréis, fue de un tal 2-6. Sí, es、oh. sí, verdad. d、sí, pero... Vaya. Eso es un sede n tenis. Un 2-6, pero bueno. Y bueno y, y yo no sé si, si recordáis ver... a... contra quién fue ese partido. Contra el Madrid. ¿Contra el Real Madrid? No, así, sí, sí, perdió.、Eh, Carlos, a ver si podemos ver la repetición, pero creo que puede haber fuera de juego ahí. Pues、eh, en primera instancia, en el centro primero, no hay fuera de juego porque el que remata es Keita, pero puede que en el pase de Keita Puyola h a y a fuera de juego. No lo sabemos, estamos a la espera、si、de alguna de repetición. Pero bueno, especialmente bueno, fuera de las cometas aquí hay hasta las 12 hoy, en directo, desde Onda Campus. Bueno, se producen los cambios, ¿no?、Eh, Veo por sí, ahí. Pues sí, parece que va a haber un doble cambio en el Barcelona. Se marcha x a v i Hernández y va a entrar el jugador de la cantera, Tiago, con el dorsal número 11 y salta. El jugador formado en la Masía al terreno de juego y el siguiente jugador en entrar va a ser el que nos dio precisamente el Mundial de Fútbol, Andrés Iniesta. Y se marcha en su lugar Alexis Albanquillo. Pues、Buenas、ahí、tarde. está, se marcha Alexis Sánchez. Que、eh, yo no sé, Carlos, pero ¿cómo lo has visto tú después de su regreso, de su lesión?、Eh, ¿Va bien Alexis Sánchez, no? Eh, ha estado bastante, como os comentaba antes, participativo, pero sin tener suerte en las jugadas en las que tenía el balón. Sí, no le han salido los regates,、uh -huh. los pases han sido bastante sencillos y al pie de compañeros, a los jugadores、sí. que estaban más cerca. Y no se ha prodigado mucho en ataque con los regates a los que nos tenía acostumbrados antes de fichar por el f c b a r c e l o n a A ver, que hay una falta q e va votar el Barcelona, ¿no es así? Hay una falta ahora, vamos a ver el lanzamiento directo de l e o Messi. Puede haber. j、oh, o、no, e l árbitro ha señalado, pues no sé si m a n o fuera de juego de piqué. Pero el juego está parado. e s t á con ganas los centrales del Barcelona por marcar goles. ¿eh? Hoy, hoy es el día de tanto de Piqué como Puyol, marcando ahí, de, siendo goleadores el partido. Bueno, gana 3-0 el Barcelona.、Eh, ¿Algo que queráis comentar por aquí, Lázaro? Bueno, pues lo que estábamos comentando al principio, que poco a poco、eh, Roberto no iba a ser capaz, de, él solo, de aguantar el asedio del Barça. Y bueno, golazo de Puyol que vuelve a estar en sus mejores tiempos, como contra la Alemania en la semifinal del Mundial. Sí. Me ha recordado mucho ese gol. Con lo mal que l o ha pasado. Y ¿eh? con lo que mal que l o ha pasado Todo, todo, todo se, el verano r e c u p e r á n d o ese medio año lesionado. y bueno... Samuel, no dime, quiero deciros、Carlos. que las últimas dos veces que el Barcelona ha jugado estando Roberto en la portería contraria, el meta ha encajado cinco goles. Vaya, y, eso, más, sí, y eso que la primera parte ha evitado como dos o tres, ¿no? Ya ha evitado <risa> pues... los cinco en la primera parte, pero parece que van cayendo poco a poco. <risa> Poquito a poco, pero bueno.、Eh, en、sí. cuanto al Vasco, a g u í r e hay algo que decir ya.、Mmm, Va saliendo poquito a poco del banquillo, ya directamente ve que el partido se le va. Dentro del de banquillo está el entrador e n del Zaragoza tomando nota, hablando con su segundo. Y pues no sé si buscando soluciones o buscando no encajar más goles contra el Barcelona. Sí, porque jugadores del Zaragoza todavía no han salido a calentar, ¿no? Pues, como te comenté, hubo un doble cambio al principio y no hay ningún jugador más calentando del Zaragoza. Nada、no, más, pues、eh, aguantará ahí con los jugadores que pueda.、Eh, estamos aquí en, en Onda Campus a las nueve y cuarto. Vamos a tomarnos otro respiro más y seguiremos con Carlos Gata, que nos está narrando el partido en el c a n n o s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 Onda Campus 24 Horas contigo, la radio que siempre、horas. te acompaña. Estar al corriente de todo lo que sucede en el panorama deportivo de la UEX tiene un nombre, Onda Deportiva, con Soledad a r r o l o Todos los viernes a la una de la tarde en Onda Campus. ¿Sabes ya lo que es OC9?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 オンダ d a ンパスで u s e ゴ j u e サモ Con ンデ m u マリ h モレノ、á n d e z Y m a r i オ m o、no. r キャ o Las 9キ0 Estamos aquí En Honda Campus Estamos viviendo El Mejor Fútbol Y el Twitter también, que nos están llegando. Está aquí g l á f o r o que no da abasto. Están llegando cantidad de mensajes, ¿eh? Y esto ahora. Pues sí, Samuel, la、Pero、verdad、para. es que nada, en media hora, Twitter y Twenty lo tengo bastante saturado. Y tenemos mensajes de muchísima gente. Tenemos mensajes de Verónica Díaz, mandarme un saludo, un beso, lo que sea. Pues sí, ahí manda te llevamos un besazo fuerte, un Verónica, de todo el equipo de Onda Campus de aquí de, de Fuera de Juego. Rosario García de Primero, saludos a mis veteranos. Un besazo, Rosario, muchísimas gracias. Una、no、batabuena. <risa> Basta, Mario. Y una tal Beatriz Escobar dice: Un saludo a todos los que lleváis desde las 5 dándole caña a los resultados, en especial a un talaverano con barba. Pues un besazo fuerte, que es mi novia. Muchísimas gracias por estar escuchando sí, en las ondas, desde <risa> la lejanía. Ole. Y bueno, por Twenty. Por Twenty tenemos también saludos de Laura Martínez, Natalia Blanco, Steven Jorge Pedrosa. Y Antonio Tinza Villalobos. Madre mía. Como, a, a, a, al principio ha sido un poco así que no nos escuchaba nadie. Y con el paso del tiempo, con el paso de los minutos, la cosa se va ya animando. ¿eh? El futuro son las redes sociales, amigo. El, el futuro no es l presente ya, amigo. Está bien, está bien que no me pase. Todo está en la joder. Exacto, exacto. Bueno, vamos un ratito a que Carlos nos cuente cómo va la cosa en el Cano. Carlos Gata. Muy buenas de nuevo. Comentaros que el Guajevilla ha comenzado a realizar ejercicios de calentamiento y se perfila como el tercer cambio en el f c b a r c e l o n a También deciros que la fita se internaba hace unos minutos por la banda derecha y cortó el balón piqué con la mano, con lo que recibió la primera tarjeta amarilla para el f c b a r c e l o n a que es el equipo que está atacando ahora mismo. Ahí se marcha el Barcelona. Trata de Cés f á b r i c a s de meterse en el área. Vamos a ver, tiene que retrasar el esférico. Continúa jugando, mete el balón largo. La zaga del Zaragoza logra sacar el balón del área y vuelve a controlar el, el Barcelona, aunque ahora pierde el balón en una zona peligrosa. Vamos a vernos rapidísimamente. Se rehizo el Barça cometiendo falta, eso sí, de Keita. Sacará el Zaragoza desde el centro del campo. Pues ahí está el Barcelona que sigue ganando, sigue goleando al Zaragoza 3 a 0.、Eh, vamos ahora, otra pequeña pausita y volveremos, quizás con más mensajes de Twitter, que está que arde.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 Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Seguimos aquí haciendo radio y estando pendientes de, del Twitter. Más pendientes del Twitter que del partido me da a mí, porque no, de, no dejan de llegar mensajes aquí, Lázaro, Caldera. Así es, Samuel. La verdad es que estamos más pendientes de, de qué nos dice la gente. La verdad es que muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos llegan saludos de Alfonso Oliva. Pedazo tarde, señores. Gran cobertura. Es para aplaudiros y espero que cojáis esto por costumbre. Un saludete. Por supuesto, Alfonso. Muchísimas gracias, y sí, yo también espero que cojamos esto por costumbre. Steven Jorge Pedrosa nos dice así que, bueno, nos pone un tuit en el que、eh, publicita el enlace donde nos pueden escuchar. Aquí podéis escuchar a los compañeros de la Onda Campus, el enlace de m e d i a f i r e en especial a los de deportes de fuera de juego. Muchas gracias, Steven, por darnos más cobertura de la que ya estamos dando nosotros. Y、gracias. Sergio Hernández. Nos dice fuera de juego barra baja Onda Campus. Mucho amor para el programa que está muy guapo. Muchísimas gracias, Sergio. Un fuerte gracias, abrazo. d e s d e esta pecera de Onda Campus. Seguimos con la cobertura.、Samuel. Gracias, gracias a todos los que nos estáis escribiendo. La verdad que sin vosotros tampoco seríamos nada. Y tampoco te seríamos nada sin Carlos Gata, que nos está contando lo que está pasando en el Cano. -No. Dale, Carlos. Último cambio en el Fútbol Club Barcelona. Ha entrado el Guaje Villa. Se ha marchado Cés Fábregas hace unos minutos. Y comentamos también una amarilla. El jugador del Zaragoza, Micael. Y ahora es el propio Zaragoza el que tiene el esférico. Ese cambio de orientación no es nada bueno. Y se marcha por saque de puerta. Sacará Víctor Valdés. Bueno, el Barcelona ganando 3 a 0.、Eh, dentro de 5 minutos daremos la ronda de y media. Así que、eh, si no hay más que destacar. De aquí a cinco minutos de final, podemos hacer、eh, otro pequeño repasito por esas ligas internacionales. A ver, conecto con Carlos Gata, a q u e nos cuenta desde el Can Now? Pues el balón lo tiene Zaragoza en defensa, recuperado rapidísimamente el Barcelona. Ahí está el balón, va a ser para Leo Messi. t r a t a de m á s a e s e primero, deja el esférico atrás para Iniesta, que la pone muy rápido para Iniesta. Cuenca el pase atrás de Cuenca Messi. La saca defensa. La p e l a de nuevo el c a n t e r a n o pero no ha habido falta. Ha habido falta de Messi sobre el central Lanzaro. Y va a sacar rápidamente ahora el portero Roberto desde la defensa. Ahí está colocando el esférico. La va a jugar en corto posiblemente hacia Mateos. Que os comento que sigue teniendo un vendaje en la cabeza tras, esa, tras ese encontronazo con Dani Alves. La primera parte, que lo que ocurrió fue en la jugada, que para mí sí fue falta.、Eh, Alves acabó cayendo y pisando la cabeza del central del Zaragoza. Con el consiguiente hecho que fue la brecha que sufrió el defensa. Tiene el balón de nuevo el Barcelona. Aunque recupera Zaragoza, hay un. un f o r c e j e o con el balón, es finalmente Paredes el que trata de sacar ese esférico largo, pero se puede marchar, no, no se marcha por línea de banda, pero sí va a dejar Puyol que salga por la línea de fondo. Así que será balón para Víctor Valdés. El último cambio ha sido por Cés, ¿no? Villa por Cés Fábregas, que está ahora mismo、uh -huh. en el banquillo bebiendo un refresco de naranja, mientras Pep Guardiola sigue dando indicaciones a los suyos. No se cansa el técnico. De tratar de corregir los errores que pueda tener el Barcelona, que os comento、sí. que no están siendo muchos porque está dominando el partido prácticamente. Alguna que otra llegada que ha tenido el Zaragoza en esta segunda parte, sí que hubo una con peligro en los primeros minutos que supo despejar Puyol, que se hizo un poco de daño, pero poco más ha ocurrido en el área de Valdés. Bueno, pues vamos a hacer el descansillo y preparando ya la ronda de y media.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 Onda Campus, veinticuatro horas contigo. La radio que siempre、horas. te acompaña. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Onda Campus viaja contigo. ¡Viva! Onda Campus en juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Vamos con la ronda informativa de y media.、Eh, Ojo peligro el Barcelona, el pase atrás, la saca la defensa de nuevo. Buena jugadora entre Leo Messi y i ni esta. El pase finalmente a la banda derecha, donde esperaba Isaac Cuenca, que trató de dar el pase de la muerte al argentino, pero ahora sí la defensa estuvo rápida y evaporó el peligro. Bueno, vamos con el partido que he finalizado de esta jornada 13 entre el Villarreal y el Betis. 1-0 con gol de Borja Valero. Carlos Gata, minuto y resultado en el Barcelona-Zaragoza. Estamos ya en el minuto 72. El resultado es de Barcelona 3. Marcaron Piqué, Leo Messi y Puyol. Zaragoza 0. El partido de las 10 de la noche entre el Valencia y el Real Madrid será el próximo. Vamos ahora con la segunda división. En la segunda división, ayer se jugó Gimnastic 0, Guadalajara 0 y también ya finalizado el Valladolid 2, Villarreal B 1. Y también los partidos que empezaron a las 6 y ya finalizados, Pedro. A las 6 de la tarde, el Real Murcia 0, Barcelona B. ¡Oh, g o l p a s e puede r c a s e ¡Va a marcar, va a marcar, va a marcar!、Eh. ¡Fuera!、Uy. El buen f i n i e s t á Ocasión para Andrés Iniesta, que recibió el pase del genio de Leo Messi, que está cansado para marcar y decide dar ahora asistencia a ver si sus compañeros pueden hacer algún gol. Se quedó solo Andrés Iniesta delante de Roberto y el disparo flojito y cayéndose al suelo salió besando el palo del portero. Bueno, seguimos con los resultados en segunda división con Pedro a n e l r o Real Murcia 0, Barcelona B2, Numancia 1, Huesca 1, Girona 1, Sabadell 1. Córdoba 3, Alcorcón 1, Celta de Vigo 0, Hércules 1 y Alcoyano 2, Recreativo Huelva 1 y Las Palmas 0, Serez 0 en el partido de las 6 y media. Para mañana a las 12 el Elche Deportivo y a las 8 el Almería Cartagena. Bien. En la segunda división B, en el grupo cuarto, ¿cómo han quedado nuestros equipos extremeños, Lázaro? Pues Samuel, a las 5 de la tarde, finalizado el Villanovense 2, Sevilla Atlético 1. Mañana a las 12 del mediodía tendremos al Sporting Villanueva c á c e r e ñ o y a las 5 el Orca Atlético Badajoz en tercera división. Recordamos, resultado: Extremadura de Almendralejo 1, Mérida 0. Voy a dar los resultados de la tercera división en la jornada 14 de nuestro grupo extremeño que desde las redes sociales. ¡Coge peligro! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol del Guajevilla! Ya lleva cuatro. ¡Gol del Barcelona que hace el cuarto y busca la manita! Impresionante presión de los hombres de Guardiola que recuperaron el balón en la salida del e s f é r i c o de la Zaga Zaragoza. El balón le cayó Isaac Cuenca, que se hizo un pase, un autopase al que parecía que no llegaría. Puso el balón atrás y tras un r e c h a c e solo en el segundo palo, Villa de cabeza h a e el cuarto. Marca el Barcelona, marca David Villa, un gol que le da confianza. Barcelona 4, Zaragoza 0. Bueno, pues marca e l b a r z o n a l cuarto. Ahora comentaremos también ese gol de David Villa, pero estaba con los resultados de la tercera división, nuestro grupo extremeño. Los voy a citar: Sociedad Polideportiva Villafranca 1, Plasencia 1, Ciudad de Plasencia 2, c o r i a 2. Miajadas 1, Moralo 0, Santa Malia 1, Hernán Cortés 1, Valde la Calzada 3, Chivato 2, Quedez 3, San Vicenteño 0, Arroyo 2, Atlético San José 1, Don Benito 1, Dieter Zofra 2, Extremadura 1, Mérida 0 y Atlético Pueblo Nuevo 4, Unión Deportiva de Badajoz 5. Y en las ligas internacionales empezamos por la Premier League, esos resultados ya finalizados, Mario. Pues es el s w a n s i e 0, Manchester United 1, Everton 2, Wolves 1, Manchester City 3, Newcastle 1, s t o c k City 2, Quick Park Rangers 3, Sunderland 0, Fulham 0, West Brom 2, Bolton 1, Wigan 3, Blackburn 3 y Norwich 1, Arsenal 2. Lo va a sacar la defensa ahora sí. Ahora sí d e s p e g ó la zaga y trata de salir a la contra el Zaragoza. Pero ya perdió ya el esférico rápidamente y va a ser saque de banda. Vamos a la Italia en Serie A.、Eh, con, eso, con un resultado finalizado y dos en juego, Pedro. En el partido de las seis de la tarde, Inter de Milán 2,、eh, Cagliari 1. El partido que se están, se están jugando ahora, desde las 9 menos cuartos, Napoli y Lazio van 0-0 y Fiorentina hace Milán el próximo rival del Barcelona igual 0-0. Y terminamos con la Bundesliga, aquí con los resultados que nos trae Lázaro Caldera. Pues sí, Samuel, en el a l i a n z Arena, Bayern de Múnich 0, Borussia de Dormund t 1, Marco Goche y los dos Borussia se mantienen en el segundo puesto de la Bundesliga empatados a 26 puntos. Bayern de Múnich líder con 28. Partidos de las 3 y media, a excepción del Colonia Mainz que fue aplazado. Friburgo 0, Erta h de Berlín 2, Borussia m ö n c h e n g l a d b a c h 4, Bremen 0, Salke 4, Nuremberg 0. cero, Gran j u n t e r a r con dos goles y un golazo de Raúl. Bosburgo 4, Hannover n o v En t i s s uno, en Grecia, recordamos empate a u n o entre p a n a t h i n a i k o s y o l i m p i a k o s que deja líder al p a n a t h i n a i k o s el, el Racing Genk que va ganando uno cero al descanso al Westerlo belga, que es el rival del Valencia esta semana en Champions. Al igual que el Dinamo de Zabre, que ha vencido por cero tres al r e n é Kaspli, que es el rival del Real Madrid esta semana en la jornada de Champions League. Pasamos ahora al básquet, los resultados de baloncesto, Mario. Pues sí, el Fuenlabrada 69, Gran Canaria 65. Y tenemos en juego el partido del Vizcaya Cajasol. Vizcaya 60, Cajasol 59. 9 Y terminamos esta ronda con lo que está ocurriendo en la jornada 10 o lo que ha ocurrido ya en Balonmano. En la Liga Sobal, Academia Octavio 22, f c b a r c e l o n a Inter Sport 35. Empate a 24 puntos en Trantequera e y Ademar León. Huesca 20, Torrevieja 23. Guavit b a l o m a n o Guadalajara 23, b a l e n m a n o Atlético de Madrid 39. Caja t r e s BM 15, Al Ser Puerto Sagunto 13. Balonmano Ciudad Encantada 13, Balonmano Franking Granollers 10. c u a t Rayas o r BM Valladolid, n a r t u j a s La Rioja 19-22 desde las 8 de la tarde. Y a las 8 y cuarto a mayas por San Antonio, 14. En media Anitas Una se pone por delante, después de ir perdiendo, 16. Te damos 9 razones para que te comprometas. ¿Cuántas nos das tú? 1 1 9 el valor del compromiso.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 Onda Campus en juego, con Samuel Hernández y Mario Moreno. Las 9 y 38 aquí en Onda Campus, seguimos en juego, seguimos con el pendiente del partido en el c a n n Now, pero antes los mensajes que nos están llegando a la red social de Twitter, aquí Lázaro, que no da abasto. ¿no? Así es, Samuel, seguimos s i n d a r abasto, nos siguen llegando los t w e e t s los mensajes de Twenty. Y vamos allá. Carlos Tardío, fuera de juego, qué grande sois. s Un saludo. Un saludo para ti también, Carlos Tardío. Muchísimas gracias. Elena Romero, ese equipazo de fuera de juego. Enhorabuena, chicos. Sin gustarme el fútbol, aquí me tenéis enganchado escuchando. Un besote para todos. Un gran besazo para ti también, Elena. Elena. Y desde t w e n t i nos saluda Antonio Tienza que nos dice: ¿Por qué se ha suspendido el Colonia Mainz? Que fue aplazado por la lesión de m a s s i m o d u t i Y nos dice también: Esta radio no es seria que no tenéis anuncios de Halloween. Nos m a n d o otro saludo también, Verónica Díaz. Un gran besazo para ti también, Verónica. Muchas gracias. Otro más. Bueno, vamos ahora a conectar con el Can Now. Desde allí está Carlos Gata. Cuéntanos, Carlos. Muy buenas de nuevo. Ha habido, se ha producido el último cambio por parte de Zaragoza. Se ha marchado Paredes del terreno de juego, que parecía que tenía alguna molestia tras un encontronazo con Dani Alves. Cuando、no、puede marcar de nuevo Barcelona, va a ser córner. Estuvo bien ahora Roberto ante Andrés Iniesta para evitar la manita, para evitar el quinto gol del Barça. Como os decía, ha entrado Orán en defensa para el Zaragoza. Se ha marchado Paredes, que se hizo daño en esa jugada con Dani Alves. Y también se hizo daño Poncio,、uh -huh. eh, minutos después en una jugada con Andrés Iniesta.、Eh, bueno, nos quedamos porque va a sacar el córner el Barça, ¿no? Así es, va a sacar el córner el Barcelona, el que se dirige hacia la, hacia la esquina, es Tiago. Vamos a ver el lanzamiento. Muchos jugadores del Barcelona, que, que、sí. aún así, a pesar de ir ganando 4-0, se meten en el área. Va el lanzamiento de Tiago, el balón muy colgado, muy pasado. Va a sacar el Zaragoza en primera i n s t a n c i a El balón ahora en el lateral izquierdo tiene que despejar directamente a banda.、Va. Se acerca Daniel Alves a sacar ese, ese lanzamiento desde el lateral. Vamos a ver si le llega el balón, porque no le, no le viene el balón a Daniel Alves ahora sí. Se agacha, se re, recoge ese balón Dani Alves, va a ponerlo de nuevo en funcionamiento. Ahí está con, con Andrés Iniesta el pase de atrás de nuevo. Dani Alves controla del Barcelona, es Leo Messi. Leo Messi busca el pase en largo. Ahí está el camino de orientación para David Villa. Vamos a ver el control del Asturiano. Ahí está David Villa encarando, encarando el pase. Es bueno, no, el pase lo corta la defensa y trata de salir a la contra de Zaragoza, pero se queda en eso, en trata de salir, porque estaba Andrés Iniesta iluminando el camino de, de lo blanquito que está el hombre. Y el balón de nuevo para el Barcelona. Qué bien más vuela ahora, qué bien más vuela ahora el balón para Villa. Vamos a ver el guaje. Tiene que retrasar posiciones.、Eh, cambio ahora bueno para Leo Messi. Muy alejado de la zona de peligro. Busca Dani Alves en la banda derecha. Y está el brasileño retrasando uno para Messi. Sigue jugando el Barcelona. Ahora sí Andrés Iniesta. Puede buscar el pase. No, el pase en corto es para Messi. Tocando el Barcelona en zona de tres cuartos. Sigue Leo Messi. Ahora sí busca el pase hacia el área, pero saca la defensa. Y trata de seguir de nuevo a la contra de Zaragoza. Y ojo que esta puede ser peligrosa hasta que aparece Piqué. Piqué corta el balón, lo tienen más bueno en la banda izquierda. Contemporizando el juego, es Tiago ahora el que encara. Tiago busca el pase en corto para Andrés Iniesta, que se da la media vuelta. Encuentra a Dani Alves, pero decide jugar con Isaac Hueca, que está en la banda derecha. Controla el canterano, la deja para Daniel Alves de nuevo. Toca el manchego Andrés Iniesta. Que retrasa el esférico para Keita de nuevo. Iniesta, el Zaragoza ni la huele. Ahí está. Ahora sí, Iniesta trata de meterse. Puede haber falta, puede haber falta entre tres. Si、sí, hay falta, pues、eh, no, no hay falta. El hábito dice que no. El hábito dice que no. Y así señala una falta a favor del Zaragoza. La falta la realizó t i a g o Quizá por la impotencia e l no apitar esa falta de, sobre Andrés Iniesta, que sigue tendido en el terreno de juego. A mí me pareció falta, compañeros. Entre tres jugadores le quitaron el balón y posiblemente. Uh, ese, esa acción hubiera sido merecedora, de, quizás hasta de Cartulina.、Sí. Es, de, es de la única forma que, que se puede parar Iniesta. Tre, tres jugadores a por él, y de hecho uno de frente que ha chocado y v a m o s ha dejado ahí la rodilla en todo el muslo.、Pues, ha h a i d o tres a por él, pero bueno, parece que ya se ha recuperado, ¿no?、A、Andrés Iniesta. Sí, se recupera el jugador del Barcelona El que sigue recibiendo. La atención es el de Zaragoza. Parece que quizá los jugadores de Zaragoza intentan perder algún que otro minuto cuando se realiza una falta sobre ellos. Hemos visto antes、sí. a Paredes y a Ponce, ahora estamos viendo a, a Juárez también, que parece que quieren perder algún que otro minutillo cuando reciben、uh -huh. una falta. No, no parece que el partido continúe porque ven la manita cerca y parece que no les gusta. La verdad es que los halagos al Barcelona se acaban, pero es que acabamos de ver un par de jugadas. En las que los delanteros se movían por toda la zona de, de la defensa del Zaragoza. Han vuelto loca la, a la defensa del Zaragoza. Oye, ¿qué me decís? De, que no hemos tenido tiempo de comentarlo, que ha ocurrido mientras estábamos la ronda. El gol de Villa, que fíjate que lleva unas semanas、eh, un poco mal. De, desde aquí, desde el programa, fuera de juego se dijo que incluso estaba un poco triste. Pero un gol hoy, por lo menos para reconciliarse no solo con el gol, sino con su estado de forma, a ver、pues、si sí, recuperas mejor.、Bueno, eh... La、sí. verdad es que estaba bastante mal, pero bueno, es, es bueno que Villar se reencuentre con el gol, ya no solo por el bien del Barça, sino por el bien de la selección, ¿no? Que parece que tenemos un poco una crisis de nueve, s aunque esté soldado y llorente bien, pero bueno, siempre es bueno que los que han estado ahí sigan estando bien. Y un dato que, que acabo de、sí. consultar por aquí: Villa igual al récord de partidos sin perder de un jugador del Barcelona en Liga, 44. Y igual hay i n i e s t a、Iniesta、en la liga entre las temporadas 2008 y 2010.、Uh -huh. pues、mira, un dato también a destacar.、Eh, otro jugador que me quería destacar y que Carlos me va a ayudar:、eh, el partido de Isaac Cuenca. Este chico、eh, está ganándose la confianza de e p P. Guardiola en cada partido, ¿no, Carlos? Bueno, o ¿Habláis de i s a c o en cabrera, compañeros? Sí, sí, de Isacco. Pues Cuenca, no sé、sí. si os habéis percatado del detalle que a c a b o de dejar sobre el terreno de juego. Sí, sí. Una sí. ruleta al más puro estilo, Cidán. Buen detalle、sí. el c a n t e r a n o que s、sí, i g u e se está ganando confianza. Puede venir el quinto,、oh. nos saca la defensa de Zaragoza ahora. Está demostrando estar a un gran nivel. Se ha adaptado muy rápido a la disciplina de Guardiola y se está ganando un puesto en el 1 e titular. Vamos a ver cuando Pedro vuelva a las convocatorias porque se ha recuperado tras un mes lesionado.、Uh -huh. Sí, ¿verdad? Lo van a tener complicado. Hay cinco hombres en la zona de ataque de mucha calidad. Y vamos a ver si Villa y Pedro son capaces de mantener el puesto que tenían el año pasado. Sí, pero bueno, así empezó también Pedro en su momento,、eh, poquito a poco entrando. Y ¡Ojo, y verdad... el error, el error en defensa! Bien. Vamos Bien. a ver,、ahí、finalmente、viene. parece ah, que ah, hay、va. falta de Tiago, juego peligroso del jugador del Barcelona. Y ahí puede haber、ah, un、bueno. enfrentamiento en contra de l defensa Tiago, Tiago、sí. está eh. del Zaragoza y el jugador del Barcelona. Sí, el refil-refe entre Tiago y el jugador zaragocista, bueno,、eh, cada, cada cual con su carácter, ¿no? Que Tiago también tiene su carácter así.、Sí. Pero bueno,、eh, estábamos comentando sobre Isaac Cuenca. Este chico que tiene una historia peculiar, que se tuvo quemar, estuvo el año pasado cedido en el Sabadell, pero se ha marchado,、eh, ha estado、eh, dos etapas de su vida en que se ha tenido que marchar al filial y luego volver. Y ahora parece. Que su vuelta es para quedarse ya definitivamente sí, y en de, el primer equipo. De hecho, hoy, como estamos viendo, es titular. O sea, es, esto, es, esto es un dato significativo. Además, que el partido que está haciendo es merecedor de, de seguir en este, en este puesto. A ver. Y bueno,、eh, lo que estábamos mencionando antes、eh, respecto a Isaac Cuenca, bueno,、eh, ayuda mucho que esté un entrador e n como Guardiola, que se ha criado en la Masía y que. Bueno, que tenga esa historia detrás ¿no? de haber crecido, de haber salido、eh, bastante prematuramente de, del filial y, haber, y haberse entrenado en el Barcelona.、Uh -huh. Y bueno, pues como Isaac Cuenca, pues están Pedrito, están Tiago, están tan, tantos y tantos Omar Muñeza, muchísimos jugadores. Y bueno, eso ayuda muchísimo. Yo creo que yo le auguro un gran futuro a Isaac Cuenca por el bien del Barça y por el bien de la selección. Siempre. Y、eh, Carlos, vuelvo a conectar contigo porque Dani Alves ha llevado cartulina amarilla, ¿no? Ha habido cartulina al jugador brasileño del f c b a r c e l o n a por esa entrada fea. Es la segunda acción que vemos de d a n i Alves en el partido, un tanto fea. La, la anterior fue la patada, eso sí, involuntaria sobre el jugador del, del, Zar del Zaragoza, sobre, le, perdón, sobre Mateos, que le provocó la brecha en la cabeza. Es la segunda cartulina que tiene el Barcelona del partido tras la amarilla Piqué. Pero no están teniendo muchos problemas, no están teniendo serios problemas el Barcelona en defensa. Está controlando bastante bien el esférico. Cuando el Zaragoza se acerca tímidamente a la, a la, a la zona de tres cuartos de Barcelona, lo solventan sin demasiados apuros. Parece que ambos equipos se conforman ya con este resultado. El Barcelona está ganando 4-0, tiene un resultado muy cómodo y el Zaragoza realmente no quiere encajar más. Vamos a ver si jugadores como David Villa, que parece que está extramotivado, ahora lo hemos visto en esa jugada, presionando fuertemente, quiere buscar su segundo gol y poder así completar una nueva manita del Barcelona. Bueno, de todas formas,、eh, Carlos, tampoco ha sido un partido muy bronco, ni muchas jugadas, eh, va, eh, ni muchas faltas, ni, ni nada, ¿no? Tampoco, podemos decir que ha sido un partido también un poco limpio, donde el árbitro tampoco ha tenido、eh, mucho trabajo, ¿no? No ha tenido demasiado trabajo el árbitro, creo, creo que ha estado correcto en cada una de las cartulinas amarillas. Hubo un momento en la primera parte que el Zaragoza realizó dos faltas que fueron merecedoras y así fue. El árbitro sacó la cartulina amarilla que podría parecer que se le escapaba un poco el partido al colegiado, pero no, lo ha resuelto bastante bien. No ha tenido demasiados problemas, no ha habido jugadas polémicas. Algunos decían que podía haber fuera de juego en el gol de Puyol, pero no hay finalmente fuera de juego en ese, en ese gol. Así que la actuación del árbitro de momento está siendo muy correcta. También apuntaros que hay gente que dice que el gol de Puyol no es de Puyol, sino que es de Juárez en propia puerta, pero. ¿Ah, sí? Desde aquí parece que es finalmente el capitán del Barcelona el que remata desde el suelo, el que envía el balón al fondo de la portería. Y si no,、eh, es el que más ha hecho por meterla. Eso está claro.、Eh, ha empujado, ha empujado. De, bueno, con esta victoria vamos a, vamos a darle la victoria ya al Barcelona porque queda muy poco tiempo. Con esta victoria, el Barcelona, mo, líder momentáneo, a expensas de lo que haga a continuación el, el Madrid, partido de las 10 de la 8, ante el v a l e n c i a partido que también vamos a dar aquí. Y que seguramente va a ser igual de emocionante. Ataca el bar, saca r los. Ahí está i s a a c c u e n c a la deja atrás para Dani Alves. Vamos a ver el balón, lo tiene Messi.、Otra. Ojo, vamos a ver si se, se desmarca Isaac Cuenca, nadie lo vea. h o r a sí, el pase es muy bueno para Leo Messi. Ahí está Leo Messi en el área, puede marcar, puede marcar, se escola mucho, tiene que pasarla atrás. La saca el Zaragoza, el remate. ¡Uy! ¡Qué d i f í Se marchó alto el remate final de Isaac Cuenca y no pudo así marcar el quinto gol del Barcelona. Muy activo en estos últimos minutos、uh -huh. y muy bien el canterano. Bueno, tiempo de descuento estamos ya, ¿no, Carlos? ¿Cuántos ha añadido? Ahí está, se han añadido cuatro minutos en esta segunda parte. Mucho, ¿eh? Eh, vamos a cumplir el primero ya de. Esos... ¿Dos minutos se han añadido? Pues. ¿Dos, dos? He visto mal el cartel entonces. Dos minutos se han añadido. A ver, vamos a cumplir、mucho. ya el primero de descuento. Me parecía mucho cuatro, por mucho eso、no. te... me he quedado así.、Y、con 4-0 no,、sí. no se puede hacer、siempre. Además, el Zaragoza, bueno, aquí hace ya varios minutos que ya、eh, se ha dado por vencido, ha tirado a la toalla, ¿no, Carlos? Aguirre Yani aparece、Mirado. por la zona Mirado, Carlos. de entradores. e n Vamos a ver de nuevo. Isa Cuenca e l Pase. Atrás. p u e d e m a r c a r el Barça. La saca la zaga de nuevo. Sigue intentándolo el Barcelona en estos últimos minutos. Pero no va a tener demasiado tiempo para buscar esa manita. Y parece que todo se va a quedar en el 4-0. Bueno, pues vamos a esperar a que finalice ese partido. Que nos lo cuente Carlos Gat aquí en Onda Campus.、Eh, y dentro de nada ya estaremos comentando、eh, la previa del Valencia Real Madrid. También、eh, certificando. Las alineaciones que ya hemos ido comentando durante toda la tarde, y como decía, el Barcelona se va a colocar líder momentáneo, es pensado lo que haga el Madrid.、Eh, y podemos decir que el virus FIFA para el Barcelona se ha acabado. Ya、uh, hace un mes también tuvo o el m m i s el mismo problema, ganó、mm. al Racing, y ahora, pues igual, con el Zaragoza. Final, final del partido en el Camp Nou. Fútbol、wow. c l u b Barcelona 4, Zaragoza 0. La cara de Leo Messi lo refleja todo. Está más fresco que cuando comenzó el partido. Vence el Barcelona. De esta manera se coloca c o líder con el Real Madrid. Empatados a puntos. A expensas de lo que haga el conjunto de m o u r i n h o Ahora a las 10. El Zaragoza que se va a quedar cerquita de los puestos de descenso. Partidazo del Barcelona. 4-0 en el Camp Nou.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 Nos quedamos con Carlos Gata, que nos va a decir la jugada con más sabor y el jugador destacado de cada conjunto. Dale, Carlos. Vamos a comenzar con esa jugada con más sabor y se la voy a dar a esa última jugada de Isaac Cuenca, en el que salió de un primer recorte de un defensa del Zaragoza y cuando el siguiente se le echaba encima una ruleta preciosa al más puro estilo z i d a n e Permitió que saliera con el esférico en esa jugada. El... En cuanto a los jugadores, pues、eh, vamos a repetir lo mismo que al descanso. Por parte del Fútbol Club Barcelona, vamos a quedarnos con Leo Messi, un gran partido del argentino, muy activo durante los 90 minutos. Ha marcado su golito y por parte de Zaragoza, a pesar de que en esta segunda parte ha tenido menos protagonismo y no ha podido hacer nada ante los goles, el、sí. meta Roberto, que ha tenido una gran actuación en el Camp Nou. Bueno, el Barcelona que se va a quedar líder momentáneo, e s p e s a d o lo que haga el Real Madrid del Valencia, con、eh, 28 puntos. Y el Zaragoza que se va a quedar con los que tenía, con diez cerquita del descenso. Bueno, Carlos,、eh, me despido de ti. Muchas gracias por el, la narración del partido. Gran trabajo, ¿eh? Muy bien, compañeros. Un abrazo desde el Camnou. p Hasta nos luego. h a s a l i t o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 l a Son nueve las 9 y 55, y vamos a conectar rápidamente antes de dar la, la ronda de las n u en v e e punto. Vamos a conectar con Josemiliano Barrena, que ya está preparado en Mestalla para d a r n o s el partido entre el Valencia y el Real Madrid. Hola, Josemiliano. Muy buenas tardes, Samuel Hernández, Mario Moreno y oyentes de Onda g a m p u en Juego. Bienvenidos al estadio de Mestalla y al partido que van a disputar Valencia c l u b de Fútbol y Real Madrid. Para ello conocemos rápidamente las alineaciones por parte de uno y otro equipo, por parte de los visitantes del Real Madrid. Va a jugar en portería Casillas, línea de cuatro atrás, banda derecha para a r b e l o a banda izquierda para Marcelo en el centro de la defensa. Pepe y Sergio Ramos adelantado, tripleta que dirá en banda derecha, Xavi Alonso en el centro y en la izquierda Las Tierras arriba. Banda derecha para o z i l banda izquierda para Cristiano Ronaldo y en punta de lanza jugará b e n z e m a Por parte de los locales del Valencia Club de Fútbol, jugará en portería Diego Alves. Línea de cuatro atrás, banda derecha para Miguel, banda izquierda para Jordi Alba en el centro de la defensa. Ramí y Víctor Ruiz adelantado. Doble pivote para Albelde y t i n o Costa. Arriba banda derecha para Febulí, banda izquierda para m a t i é En la media punta jugará Parejo y arriba jugará Soldado. El árbitro de la contienda será. Te y Seria Vitienes, tenemos una humedad del 82% y una temperatura de 16, de 16 grados. Ya está todo listo, todo preparado para en que me s t a l l a Rueda la bola. Vamos, Barrena, cuñada、pues、nuestra. La, la energía que le va a poner Barrena al partido, está bien eso. Bueno, pues eso es lo que le vamos a contar a partir de las 10 en punto: el partido entre el Valencia y el Real Madrid y la ronda de todos los partidos finalizados.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 Vente a Onda Campus y date la oportunidad de hacer radio. Seguro que tienes mucho que decir y buenas ideas que aportar. Entre en nuestra web y rellena el formulario de participación. We got, we got Estamos esperando a que tú tomes el control. ¿Cómo describes el sueño?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 Onda Campus en juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Comenzamos ronda informativa a las 10 en punto ya que son aquí en Onda Campus. Empezamos por la primera división. Partidos ya finalizados: el Villarreal 1 con gol de b o r j a v a l e r o Real Betis 0 y el Barcelona 4. Con goles de Puyol, Messi, p i q u é y Villa, Real Zaragoza cero. Vamos con minuto y resultado en Mestalla, donde parece que acaba de comenzar el Valencia-Real Madrid. José Emiliano. Bueno, en Valencia ya han saltado los jugadores al terreno de juego. A la derecha de sus pantallas está el conjunto del Real Madrid, a la izquierda de la gabina de retransmisiones de Onda Campus. Está el conjunto del Valencia, Teiserias de v i t i e n e s en el centro del campo. Está a punto de comenzar el partido, Samuel. Eso en Mestalla. Vamos ahora a la segunda división con esos resultados ya finalizados. Primero con el g i n a s t i Guadalajara que se jugó ayer viernes 0-0 y el partido ya finalizado. Valladolid, Villarrabe 1. También los partidos que empezaron a las 6 de la tarde, Pedro. En el Real Murcia, Barcelona, B0-2 para el filial del Barcelona. Numancia 1, Huesca 1, Girona 1, Sabadell 1, Córdoba 3, Alcorcón 1, Celta de Vigo 0, Hércules 1, Alcoyano 2, Recreativo de Huelva 0, y en el partido de las 6 y media, Pal Las Palmas 0, Heré 0. para mañana a las 12, Elche Deportivo de la Coruña y a las 8, Almería Cartagena. Vamos ahora a la Segunda División B, Grupo Cuarto, Equipos Extremeños. Pues sí, Samuel, al j u g a d o a las 5 de la tarde, Villanova Elche 2, Sevilla Atlético 1, y mañana a las 12 del mediodía tenemos al Sporting Villanova y Alcacereño. A las 5 de la tarde, jugará el Lorca Atlético perdón, contra el Badajoz. En tercera división, recordamos resultados: Extremadura de Almendralejo 1, Mérida 0. Amplía resultados Mario Moreno, de la tercera división. Correspondientes a la 14 t jornada, la jornada 14, Sociedad Polideportiva Villafranca 1, Plasencia 1, Ciudad de Plasencia 2, Coria 2, Miajadas 1, Moralo 0, Santa María 1, Hernán Cortés 1, Val de la Calzada 3,、er, eh, que bueno aquí, 2, Jerez 3, San Vicenteño 0, Arroyo 2, San José 1, Don Benito 1, Niterzafra 2, Extremadura 1, Mérida 0 y Pueblo Nuevo 4, Badajoz 5 Vamos con las ligas internacionales. Voy a dar los resultados de la Premier League. Ya finalizados: w a n s e a 0, Manchester United 1, Everton 2, Wolves 1, Manchester City 3, Newcastle 1, s t o k e City 2, Queenspack Rangers 3, Sunderland 0, Fulham 0, West Brom 2, Bolton 1, Wigan 3, Blackburn 3 y Norwich City 1, Arsenal 2. El líder es el Manchester City con 34 puntos. Segundo está el Manchester United con 32. Más ligas internacionales en Italia, la Serie A. ¿Cómo van los dos partidos eh, del eh, Fiorentina Milan y Nápoles Laccio? Pues en los dos partidos de las nueve menos cuarto, s el Napoli Laccio sigue 0-0 y la Fiorentina Milan con el rival del Barça sigue también 0-0. En el partido de las s el i s e Inter de Milán ganó 2-1 al Cagliari y se coloca fuera del descenso en la posición decimosexta con 11 puntos. s Y hacemos el salto ahora a Alemania, la Bundesliga, con resultados ya finalizados, Lázaro. Partido de las seis y media, Bayer n de Múnich、uh, cero, Borussia de Dürmunds uno, Gol de Goche. Recordamos Bayer n líder con 28 puntos, Borussia de d ü r m u n d y Borussia m ö n c h e n g l a d b a c h con 26 empatados en el segundo puesto. Partido de las tres y media, recordamos Colonia Mainz fue aplazado. Friburgo cero, Erta de Berlín dos, Borussia m ö n c h e n g l a d b a c h cuatro, Bremen cero, Salke cuatro, Nürnberg cero, Wolfsburgo cuatro, Hannover uno. En la liga griega, Panathinaiko sigue líder tras empatar a uno con el Olympiacos. Vamos ahora a la liga holandesa con Pedro Almendro. En los partidos finalizados de esta tarde: Herbergen 1, Walgik 1, Herades 1, Twinty 1, Nimegen 1, Roda 2, Gatsap 1, PSV 3 y en juego, en el minuto 64, Ajax 1, Breda 0. Vamos a mirar a más ligas internacionales. Ahora aquí a, lo, a nuestros vecinos, a Francia. Pues partidos jugados el jueves, Samuel Olympique de Lyon 1, Rennes 2, Toulouse 0, Lille 0, Evi a n t o n o n g a r i e s 2, Lorien 1, Ajaccio 2, Caen 2,、eh, Young Football Club 2,、eh, Girondins de Burdeos 0. Y finalizado también el Niza 0 Sanetien 2. Jugándose desde las 9, minuto 46, empatan a 0 Montpellier y Olympique de Marsella. Mañana se jugarán a las 5 Stade b e r t o i s e s o c h o s Valenciennes-Auser y a las 9 el Paris Saint-Germain contra el Nancy. Otros rivales europeos, el rival del Real Madrid el d i n a m o de Zagreb, la Champions, h a vencido por 0-3 al RNK Split y el j e n k el rival del Valencia, está ganando 1-0 al Westerlo belga. Bueno, el Racing Ken que está ganando 3-0 en realidad, al, al Valencia. Pero bueno, damos ahora a Lázaro、eh, el paso porque en la Liga Argentina ya se está jugando la apertura. Así es, Samuel. Resultados: el jueves Newells 0, Tigre 1. El viernes San Martín 0, a l Boys 0. Y desde las 9, Argentinos Juniors gana Godoy 1-0.、Eh... A las 11 y 10 se jugará Independiente Club Olimpo, Belgrano a la 1 y 4 contra Vélez de Sarfiel y ya mañana San Lorenzo a las 9 de la noche contra Unión de Santa Fe, Boca Juniors Racing Club a las 11 y 10, Colón a la 1 y 4 a la Española contra Atlético de Rafael, Estudiantes a las 9 contra Banfield y Lanús Arsenal de Sarabay contra a las 1 y 4. Y vamos ahora al baloncesto con Mario Moreno. Los partidos de hoy, pues、eh, tenemos como resultado final el Fuenlabrada 69, Gran Canaria 65 y el Vizcaya 67, Cajasol 75. Y finalizamos ronda con el balonmano en esta jornada, compañeros. En la Liga s o b a l Academia Octavio 22, Fútbol Club Barcelona Interesport 35. Antequera de Mar empata e 24. Huesca Torrevieja, 2023. Juábit Guadalajara Balonmano, 23. Balonmano Atlético de Madrid, 39. Caja 3, BM, 32. Al Asier Puerto Sajunto, 23. Ciudad Encantada, 13. f r a n k i n Balonmano, g r a n o l l e r s 10. c u a t Rayas, o r BM, Valladolid,、eh, 30. Naturjao, La Rioja, 30. Partido Local de las 8 y cuarto. Amaya Sport San Antonio acabó ganando 28 a 27. Albetia, Tanasuna. Y en la clasificación, líder f ú t b c b Barcelona Interesport. Con 20 puntos y segundo, el, BM, el baloncesto, el balonmano Atlético de Madrid, con 18. Aquí finalizamos ronda informativa y vamos a conectar rápidamente con Mestalla. Allí está Josemiliano b a r r e n a ya preparado porque ya llevamos varios minutos de juego en el partido. Dale, Josemiliano. Bueno, ya transcurre el minuto 6 de la primera parte de momento.、Qué、Valencia Cruz de Fútbol 0, Real Madrid 0. Cristiano Ronaldo jugado en banda derecha. La jugada más peligrosa en lo que llevamos de partido. Avanzaba por el carril del 10. La ponía en la frontal del área para Karim b e n z e m a el cual se hizo un quilombo quitándole la bola al conjunto del Valencia. Ahora mismo tiene el Valencia. La bola en banda izquierda, jugándola en banda izquierda para Jordi Álvaro, pone al punto de penalti para Tiro Costa, chuta arriba, saca muy bien la bola. El conjunto del Real Madrid, el conjunto de Moriño, el cual empieza a ver cómo su equipo se está comiendo poquito a poco al Valencia. Como ya digo, Samuel, ya transcurre el minuto 7 de l partido. De momento, t i s e r i e Vitienes que para el juego. Bueno, y cómo han salido ambos conjuntos, se le ve con ganas.、Eh, pinta buen partido este en Mestalla. e h Bueno, resaltar la figura de parejo en la media punta, el cual no ha tenido mucha aparición en lo que llamamos de temporada. Verdad, y、sí. por parte del Real Madrid, esa tripleta en el centro del campo, la cual tiene a l a s t i a r r a Xavi Alonso Yaquedira y, y Guaín, que se ha quedado fuera del once titular. Bueno, el Real Madrid que ha saltado con su indumentaria, su segunda equipación, la Roja. Eh, jugando, bueno, es la tercera, a es La tercera e ¿no? q la tercera、bueno. equipación. sí, p r i m e r a m era n t e e para Champions, pero bueno, sí, es l h a n t i h o y Bueno, pues la tercera equipación ahí jugando de rojo el Real Madrid. Y ya decimos,、eh, novedades.、Ah, finalmente la alineación no ha habido ninguna que destacar, ¿no? Los que, los que estaban previstos son los que están jugando, ¿no, Barrana? Sí, totalmente, los que estaban previstos. Bueno, pues ahí estamos, viviendo el partido intenso aquí a las...、Eh, que ha empezado a las 10 de la noche entre el Valencia y el Real Madrid.、Eh, vamos a hacer una pequeña pausita y enseguida estamos con los mensajes del Twitter.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 Ecología. Cultura. Igualdad. Cooperación. Educación. Paz. Pobreza cero. Apoyo a la infancia. Salud mundial. OC9. Una apuesta segura. Onacampus 24 horas contigo. La radio que siempre、horas. te acompaña. オンナ campus。 オンダ o キャン m ス・エ・ジ h e ゴ n á ン・サモ z Y m ンデ i イ・マリ r モレノ。 Ahora enseguida estamos con los mensajes en Twitter, pero primero viajamos a Mestalla porque ha, ha tenido una ocasión muy buena anteriormente el Real Madrid. ¿No es así, j o s Emiliano? Bueno, madre mía, que Dira estaba a punto de adelantar al conjunto de m o u r i n h o Balón en banda derecha que sacaba x a v i Alonso de falta, la ponía el primer palo y que Diras de primera. Chutaba a la puerta de Diego Alves, que a punto estuvo de adelantar al conjunto del Real Madrid, saliendo la bola por línea de fondo. Como decía anteriormente, el Real Madrid incesante por ambas bandas. Ahora lo intenta Phil, la pone en la frontal del área buscando a Karim b e n z e m a Bueno,、eh, ahí está Barrena contándonos lo que está sucediendo en el partido. Ahora sí, ahora sí, Lázaro. Vamos con esos mensajes que nos están llegando de Twitter de nuestros oyentes. Sí, señor Samuel, saludos desde Twitter. Bueno, tenemos a Luis m a r a u n t o fuera! ¡Apunto estuvo Karim Benzema de marcar el primero! Dentro del área grande, chutó a puerta, se la ponía de primera. a l a s t i a r r a Estuvo a punto de marcar, como digo, el primer gol para el Real Madrid, saliendo por línea de fondo. Oye, ¡Vamos, m a r r e r a ¡Vamos ahí! í m a r r e r a que te vas a cargar al técnico,、eh, que le acaba de dar un ataque al pobre! ¡Jaime, está bien! ¿no? Venga, Marrena, que e s la nuestra. Está bien, Jaime, bueno. Sí, seguimos, Lázaro, con los mensajes. Bueno, te decía, Luis Manuel Martín nos dice desde t w e n t i Venga, saluda a todos los de Onda Campus y suelta a la Unión Deportiva Montijo para esta temporada. Decir que estoy disponible para recibir ofertas, sobre todo del Jeque del Málaga. Y desde Twitter nos manda saludos, Fátima Pobes. Enhorabuena a los chicos de Fuera de Juego Onda Campus por ese programa que requiere muchísimo curro, cada día mejor. muchísimas gracias Muchísimas gracias, Fátima. Un besazo. Bueno, ahora sí vamos de nuevo con José Emiliano Barrena. Que sigamos ahí con el partido. Bueno, minuto 1 e de la primera parte en Mestalla. Balón ahora para el Real Madrid en banda derecha. La tiene Karim Benzema de primera. La quería jugar con q u e d i r a Sale por línea de fondo. Saque de puerta favorable al conjunto del Valencia. ¿Cómo veis a los jugadores de un n u o v o equipo, chicos? Bueno, como los verás tú que, el que lo está contando. Yo de momento creo que el Real Madrid está llevando más la iniciativa, ¿no? Bueno, totalmente, como digo, muy incesante por ambas bandas, tanto por la docil como por la de Cristiano Ronaldo. Karim b e n z e m a de momento,、e、enchufado en el partido del Valencia, intentando salir de la cueva y veremos si lo consigue en los próximos minutos.、Ah, Trabajo le... de aguadores 6 en la defensa del Valencia, achicando sí, sí, agua. Sí. Bueno, veo e l Madrid, la verdad, bastante bien hoy porque no, no esperaba para nada que, que en estos primeros arranques del partido se fuera tan arriba contra el Valencia, pero bueno, la verdad es que me está sorprendiendo bastante. No,、bueno, no, el、Benzema. conjunto del Valencia metido atrás, i n t e n t i n Tentando sacar la bola de la madriguera. Veremos a ver, ahí ya tiene el balón. Ramí retrasa la bola en banda izquierda. A punto de hacerse un quilombo la defensa del conjunto de Never y abre la bola en banda derecha para Ramí. Incesante en línea de un cuarto. Retrasa la bola. Presiona muy arriba. h í está. Sí, chicos. Presiona muy arriba. Sí, Madrid, sí, sobre ¿eh? todo, y sobre todo b e n z e m a lo que estaba diciendo antes José Emiliano, que es que se le ve bastante metido en el partido, presionando muchísimo la salida del balón. Sobre todo ha visto Ruiz y a Ramí, son los que más sufren. Bueno, ahora lo intentaba el Valencia por mediación del nuevo jugador del conjunto del Valencia de Parejo, que está hoy en el once titular de Unai Emery. y Va a sacar de banda rápidamente Miguel. Miguel otra vez para m a t i a m a t i a para Miguel. Amaga la bola atrás, la vuelve a jugar con m a t i a apurando en línea de fondo para Miguel. La pone arriba al segundo palo, buscando al número 22 del conjunto del Valencia. Balón para Casillas, balón para el Real Madrid. Sí, es curioso que en, la, en el once inicial este Parejo. Eh, ya que no ha tenido mucha participación, incluso ya se estaba rumoreando、eh, que en el mercado de invierno iba a salir completamente Inglaterra. Y ya lo dijo una y e m e r i、Emery、que ahora con la lesión de Canales puede que Parejo tenga más minutos que no solo los jugadores del Filian y Feguilí, sino que también Parejo iba a tener los minutos. Yo creo que Parejo puede ser tranquilamente titular del Valencia. Sí, ¿no? sí, sí, Me h e、sí, extrañado. Sí, sobre que... todo, Totalmente. ¿eh? Hombre, sobre todo si tenemos en cuenta que Albelda ya pues, tiene unos añitos y poco a poco va a ir perdiendo minutos y protagonismo en el equipo. Y por el bien del Valencia y por el bien del juego ofensivo de este equipo, yo creo que Parejo y Canales pueden formar una buena dupla en el centro del campo. Sí, sí. También sonaba Granero para Inglaterra. No sabemos si en, esta, en este intercambio de jugadores el que se va a ir al final va a ser Parejo a Inglaterra y finalmente Granero se vaya al Valencia. Cualquiera sabe lo que puede pasar、eh, aquí. v e r e m o s a ver qué pasa. Eh, antes eh, en la retromisión ahí de, de José m i l e n o explícate porque algunos oyentes se lo estarán preguntando: ¿qué es eso de hacerse un quilombo? Bueno, pues hace s o el kilómetro, lo han escuchado、ah, muchas veces. Es cuando en el área, pues e n i í a la defensa, pues hace efectivamente. Pero eso, eso es muy coloquial, eso.、Eh, yo no lo he escuchado nunca, la、y、verdad. Pero sí, Barrena, que、no、los que somos、veces. de pueblo no s entendemos. Ah, que es una expresión de pueblo, claro. c u i d m o s si es más <risa> urbano, <risa> ¿no? <risa> Vamos con <risa> el partido de Barrena. Vamos, seguimos. Bueno, ya transcurre el primer cuarto de hora de esta primera parte. Valencia c e Real o r Madrid cero, Se lo está contando en directo. Onda Campus, jue... Onda Campus en juego. En Onda Campus Radio. Desde el estadio de Vestalla. Yo... Valencia arriba tiene la bola. En banda izquierda la vuelve a recuperar la defensa del conjunto del Real Madrid. Sale por línea de fondo. Saque de puerta favorable. Aiker Casillas al Real Madrid. Yo voy a decir una cosa. Tenía que estar. Molesto con las elecciones, pero estoy aquí, amigos, viendo el partido con ustedes. He cerrado el Congreso y me he venido aquí, como buen manso que soy, a ver mi Madrid. ¿A quién está?、Me、ha salido. Ay, a, ver bono,、si、bono. Bono. a ver si e n o A ver s e sale un bono. bono un poco. Como, como, como ha empezado el programa, ¿eh? hemos empezado de, de muy serios ahora a, a hacer el indio. ¿eh? Sí, sí,、claro. lo que hace el hambre. Bueno, estamos ahí en el partido. <ríe> el hambre a u d i z a el ingenio, recordarlo de... siempre. Está ahí el partido de Mestalla, 0-0 entre el Valencia y el Real Madrid. Una pequeña pausita y volvemos.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 Las noticias de actualidad. El rock más duro ha llegado a tus altavoces a través de h á g a s el e Rock de Onda Campus con Juan Frank y Suru. No te lo pierdas porque es brutal. Fuego, oh, o、oh, oh. オンダー・キャンプス・エン・ジュエ r ボン・サ t ア・レ・ナンデル・リ n リ・モ h ノ。 Son las 10 y 20, vamos a conectar con Mestalla. José Emiliano Barrena, cuéntanos. Bueno, partido rápido el que estamos viendo en Mestalla. Partido de ida y vuelta, el Madrid que sigue con la misma dinámica, dominando el partido. El Valencia ahora que desinternaba por banda izquierda, por el carril del 10. Apuraba línea de fondo m a t í e s la ponía de primeras, sin éxito para el、uh. conjunto de uno de Emery. Por parte del Real Madrid, o z i l metió una bola al área para que q u e d i r a en el segundo palo. Estuvo a punto de esto. Y ahora mismo hay gol, gol, ¿B? gol, gol, gol, gol, ¿Qué? gol, gol, gol, <tose> gol. gol, gol, ¡Oh! gol, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! No, y señor Benzema. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! l m o l ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! l g o i g o l ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! l e o l ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! l g d l ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! l b a l ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! l g o a g o l ¡Gol! l o n s o Karim Benzema que l a bajaba de primeras Poniéndosela al segundo paro, a Diego Álvarez, para adelantar a los de José m o u r i n h o como d i g o s、sí, a m u e l Minuto 19 y medio de la primera parte. Valencia 0, Real Madrid 1. Ahí está, gol muy bello de Karim b e n z e m a sobre todo el control y no la deja ni b o t a r en el suelo. Como la controla con el pecho, Zasca con la, con la izquierda. Y para adentro, muy bonito gol. Y sobre todo, el muy, pase. El pase, el, el pase, el, el pase que l p ha dado. ¿El pase de、Cristiano. quién ha sido, Barrena? Cristiano. Cristiano, ¿no? Sí, l e ha metido al último asistente Cristiano. Máximo asistente Cristiano Ronaldo, sí, señor Mario. Está este año Cristiano Ronaldo、eh, en cuanto, ¿eh? todavía no es Pichichi, pero en cuanto a asistencias está siendo el sí, sí. mejor Cristiano Ronaldo. Ojo que, ojo que con, entre b e n z e m a r o n a l d o y Guayín, que no está jugando ahora mismo, llevan 31 de los 40 goles que lleva el Madrid en Liga. ¿eh? No, muy, muy bonito, sí. Eh, eh, por cierto,、eh, Barrena, ¿cómo ha sentado el gol para los valencianos? Ha habido ahí muchas quejas entre los jugadores, ¿no? Como、sí. falta de entendimiento. Sí, bastante. Bastante mal, puesto que ya hemos visto anteriormente cómo el Valencia está un poquito liado en defensa, la verdad. Bueno, un a EMERI que se ha mostrado bastante descontento con el gol, ya que el Valencia parecía que iba a reaccionar en los últimos minutos. ¿Y Mourinho, cómo ha sido la reacción? Bueno, pues Mourinho con su habitual expresión de cara sentado en el banquillo sin salir fuera. Sí, bueno, Mourinho es que tampoco no es de alegrarse mucho en, bueno, sí,、pues en no、ciertos、verdad. aspectos. pero... Se、suele más alegrarse cuando llega la victoria final. c o m o、no, hace varias、no、hay, jornadas、no、es muy emotivas. Los goles de su equipo no s u e l e ser muy emotivos. Bueno, hace, una, sí, hace varias、partido. jornadas con el partido de la Real Sociedad. Depende、la、de cómo、historia. sufra, ¿no? Pero、sí. es como se le veía tranquilo al Madrid, tampoco、uh -huh. estaba pasando muchos apuros. Pero bueno,、sí. seguro que está más tranquilo que contra el Madrid. b a r ç a d e n t r o de una jornada. Bueno, ¿ha sacado el árbitro alguna cartulina? Hemos visto, ¿no, Barrena? Sí, una cartulina amarilla de Tino c o s t a por hacerle falta a x a v i Alonso. Ahora ha sacado a la falta el conjunto del Real Madrid. Mueve la bola en banda izquierda para Sergio Ramos, divisora de dos campos en el círculo central. Volviendo a la defensa、eh, para Pepe. Pepe arriba la rifa, la bola es colado en banda derecha. b a l ó n abajo para Ocile, con pierna derecha. Retrasa la bola para Benzema. Benzema, línea de tres cuartos. Intentando zafarse de la defensa del conjunto de Ney Emery. Balón para el bicho para Cristiano Ronaldo. i n t e r r o s e del área para Kedina. Kedina chuta, puerta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bueno, no. Sí, gol, gol, gol, gol, gol. No lo ha dado, no lo ha dado. Finalmente no lo ha dado. No, no lo ha dado. No, me parece、Lola. que no, o n a fuera、da. de juego, chavales? Sí sí, sí, sí, Ya、ah, tenemos para la moviola de calor. No, no, pero ahí fuera de juego.、Ahí、está <ríe> bastante adelantado. Está casi un metro adelantado.、Ah, ¿eh? Por lo menos un cuerpo. Dice b a r r a n a decía Cristiano, a s í con la mano e l gesto que ahí, ahí haya estado, pero ¿tú qué opinas? ¿Fuera de juego? No dirés, yo no lo veo. <ríe> yo creo que sí, í ¿eh? Yo creo que sí、a、fuera de que... juego de q u e d i r a ver ahora que... A ver ahora que hay algún jugador las... del Valencia. Bueno, falta de l a s d i a r Ra. A un jugador del conjunto del Valencia que está ahí mismo e n suelo. Tino Costa. A Tino Costa. Sí. b u e n a entradita, ¿eh? También. Ahí de las t i e r r a s Haciendo el trabajo sucio. Es su tarea ahora. Y es lo, que, es lo que le toca. Bueno, gol anulado ahí al Real Madrid. Acercándose más al área. Porque el Valencia. Poquito lo estamos viendo en ataque, ¿no, José Emiliano? Bueno, bocana de aire fresco para el Valencia que creía. Es que... que ya tenía el segundo en el marcador. Volvemos al 0-1 inicial que teníamos antes de ese. Falso gol de q u e d i r a Balón ahora mismo Cristiano Ronaldo en banda izquierda. Divisoria de los campos. Avanza en línea de tres cuartos. Retrasa la bola para Karim b e n z e m a b e n z e m a para Cristiano. Cristiano la devuelve atrás para Marcelo. De primera retrasa la bola para Sergio Ramos. Abriendo escorado en banda derecha para Pepe. Pepe avanzando en campo del conjunto del Real Madrid. Abre la bola para Alberoa. Alberoa de primeras la quería jugar con m e s u t o z i l Falta abajo. De un jugador del Valencia. Qué bien está jugando el Madrid, ¿eh? está, está el jugando. Toque... Muy fluido sí, y, el,、sí. y además, encima, una presión arriba impresionante. El Valencia es que no, no es capaz de, de crear ninguna jugada porque es que precisamente el, el Real Madrid. Está haciendo una presión sí, brutal. Ha ¿eh? salido enchufadísimo el Real Madrid ahí. Eh, bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo van pasando los acontecimientos en el partido. 0-1, de momento llevando la iniciativa. b a r r e n a Sí, bueno, y también resaltar la figura de Karim Benzema, que yo creo que se ha espabilado un poco en el partido de hoy, ya que veía que estaba cobrando bastante protagonismo Gonzalo y Wayne. ¿no、mira, mira, Ramos. A v e n c e m a no le viene nada mal, que siempre alguien le pisa los talones. Pasó、Otra、con a d e b a y o r la temporada pasada y se ve que con i g u a í n también está ahí al quite. Otra vez el gran debate: b e n z e m a s o Iwaín, Iwaín、no、o Vencemas. Es que es el mismo debate de siempre y hoy ha marcado b e n z e m a de nuevo.、Eh, Mario, b e n z e m a s o i u a í n n o s dos podrían jugar juntos también. Yo、vale. creo que sí. Yo, yo estoy esperando además、eh, a Nuris a j i n que es la, es la gran expectación que existe entre la afición madridista. Y, y hoy me sorprende que no haya salido. Pero bueno, yo creo que está probando Mourinho、eh, sí. nuevas formas. A ver qué pasa. A ver, que, cuidado, que ataca a ver. Todo parejo dentro del área, chuta puerta, casilla. ¡Qué s parada!、Wow, ¡Qué parada he、no. hecho, casilla! ¡Buena!、Wey. e r o previamente muy... fuera de juego. Fuera de juego, ¿no? Sí,、Bu、sí, sí, sí. Bueno, bueno. bueno lleg buena llegada también del Valencia para irse también metiendo en el partido y concentrarse, ¿no? Bueno, el Valencia que intenta reaccionar en estos primeros 25 minutos de partido. 0 a 1, arriba el conjunto del Real Madrid, que ahora tiene la bola divisoria de los dos campos para m e s u t o z i l o z i l entre líneas buscando a Cristiano Ronaldo, pico del área, retrasa la bola atrás. Aquí te viene bien t i n o Costa, que ya saca la bola del área del, del campo del conjunto del Valencia, pasa de la línea de 3 cuartos. Buscando m a t i é en banda izquierda, b i e n al quite, sale Pepe. Pepe que intenta chicar aguas del área d e Iker Casillas del Internacional por España. Vuelve a retrasar la bola atrás para Arbeloa. Arbeloa arriba va a rizar la bola. ¿Y qué creéis? ¿Cómo está la defensa del Madrid? La veis bien con Arbeloa en banda derecha. Bueno, de momento bien posicionado, está saliendo con el balón en juego, que es una buena señal siempre que un equipo salga con el balón de, desde atrás de defensa. Cuidado que ataca b e n z e m a Bueno, ataca, vence más el mencionado anteriormente. Balón en campo del conjunto del Valencia Club de Fútbol en línea de tres cuartos. Cristiano Ronaldo, que se ha escorado ahora en banda derecha, ha cambiado de la izquierda a la derecha. Pura línea de fondo. Retrasa la bola, Maga, de uno, de dos. Pico del área, la quiere poner atrás, la pone de taconcito. Retrasando la bola ahora mismo para x a á v e Alonso. x a á v e Alonso para Ozil. Ozil retrasa la bola para b e l o a Arbeloa, línea de tres cuartos para Sergio Ramos de primera. Buscando a l a s d i a r r a el francés. Balón para Marcelo en banda izquierda. Carril. Del 8, atrás vuelve la bola, divisorado dos campos para Pepe. Pepe arriba abriendo la bola en banda derecha, buscando otra vez al jugador del Real Madrid. q u e d i r a retrasa la bola para Mesuto z i l O z i l vuelve a jugar atrás. El Valencia que se ha incristado un poquito más atrás, ¿lo creéis?、Uh -huh. sí. sí, sí, hay que destacar también, porque antes nos hemos dejado nos hemos nos quedado en a r b e l o a destacar que en el Liverpool era su, su puesto natural y lo hacía muy, pero que muy bien, ¿eh? Bueno, balón para el conjunto del Real Madrid. Sergio Ramos que buscaba por banda izquierda al alemán Kedira. Balón que recupera el conjunto de u Naemer i y el Valencia. Balón en el centro del campo. Valiendo en banda izquierda para m a t i é s de Carril del Ocho. La pone arriba al primer paro. Parejo de cabeza por、uh. encima del larguero Dicker de Casillas. Bueno, pues ahí dejamos un momentito el partido aparcado porque vamos ahora con la ronda de las diez y media. Es ¡Qué、no、fuerte! もうすぐ帰る途中。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 Y a punto estuvo de poner el segundo en el marcador Diego Alves, que no pudo hacer nada. El b a l ó n que se chocó contra el palo derecho del portero del conjunto del Valencia. Ahora mismo tiene la bola en defensa el conjunto del Valencia Club de Fútbol. Antes de la ronda informativa, como ya decimos, estuvo a punto Cristiano Ronaldo de poner el segundo en el marcador. Qué remate de.、Eh, nos ha sorprendido bastante ese remate de Batí i del Valencia. Justo cuando el Madrid más estaba metido en el juego, ¿no? Y sorprende sí, bastante la... cómo ha crecido el Valencia. Ojo ahí a la jugada, José Miliano. Bueno, e l j u g a d o r v e r en el suelo. a h o intentaba desmontarla contra los de m o u r i n h o Sale el balón escolado en banda izquierda. Va a sacar rápidamente Miguel atrás la bola. Jugándola con r a m í Balón arriba, lo rifa. Y veremos a ver, porque yo veo más cerca del Madrid e l segundo que e l Valencia del primero, ¿no? Sí, bueno, pero lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Que el Valencia es un equipo que lejos de desmoralizarse cuando le marcan un gol pronto. Eh, se crece bastante y bueno, es un equipo que ya lo hemos visto, ¿no? Tiene muchas alternativas y puede sorprender cuando menos lo espere al Madrid. Vamos a ver cómo se sucede en la jugada.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 c a m p u s en juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Hablamos de ronda informativa. Vamos a empezar en primera división. Partidos finalizados: Villarreal 1 con gol de Borja Valero, Real Betti 0. Barcelona 4 con goles de Piqué, Messi, Puyol y Villa. Real Zaragoza 0.、Uh. Minuto y resultado en Mestalla, José Emiliano. Bueno, en Mestalla, minuto 31 de la primera parte. Valencia 0, Real Madrid 1. Recordamos que mañana los partidos de la Liga BBVA, la jornada 13, son el domingo a las 12, Real Sociedad Español, a las 4, Sporting Getafe y Osasuna, Raya Vallecano, a las 6, Sevilla Atlético Club, a las 8, Atlético Madrid Levante y a las 10, el Granada Mallorca. Para el lunes a las 9 se deja el Racing Málaga. Vamos ahora a la segunda división. Resultados:、eh, ayer viernes, g i n a s t i c c o Guadalajara 0. El partido que comenzó a las 4, Real Valladolid 2, Villarreal,、uh, Villarreal B1. Y los partidos que empezaron a las 6 de la tarde, Pedro Almendro. Real Murcia 0, Barcelona B2, Numancia 1, Huesca 1, Girona 1, Sabadell 1, Córdoba 3, Alcorcón 1, Celta de Vigo 0, Hércules 1, Alcoyano, Alcoyano 2, Recreativo de Huelva 1 y en el partido a las 6 y media, Las Palmas 0, Jerez 0. Recuerdo que a las 12 mañana domingo, Elche Deportivo y a las 8, Almería, Cartagena. Vámonos a la segunda división, ve al grupo cuarto, nuestros equipos extremeños. ¿Cómo han quedado, Lázaro? Samuel Villanovense le ganó al Sevilla Atlético 2-1. Y mañana a las 12 del mediodía tenemos al Sporting de Villanueva contra el Cacereño, Gran Derby. d El Orca Atlético jugará contra el Badajoz a las 5 de la tarde. En tercera división, el Extremadura de Almendralejos impuso 1-0 con gol de Rodolfo Almerida. Ahí vamos a la tercera división con esos resultados que ya tiene preparados Mario Moreno. Sí, son correspondientes a la jornada 14,、eh, Sociedad Polideportiva Villafranca 1, Plasencia 1, m i a j a d a s 1, Moralo 0, Santa Madia 1, Hernán Cortés 1, Val de la Calzada 3, Chinato 2, ahora sí. Jerez 3, San Vicenteño 0, Arroyo 2, Atlético San José 1, Don Benito 1, Dieter Zafra 2, Extremadura 1, Mérida 0, Pueblo Nuevo 4, Badajoz 5 Nos vamos de ligas internacionales. Comenzamos por la Premier League. Resultados finalizados: el Swansea 0, Manchester United 1, Everton 2, Wolves 1, Manchester City 3, Newcastle 1, Stoke City 2, Queenspack Rangers 3, Sunderland 0, Fulham 0, w e s t b r o o 2, Bolton 1, Wigan 3, Blackpool 3 y Norwich 1, Arsenal 2. El líder es el Manchester City con 34 puntos. Ya está segundo el Manchester United con 32. Ahora vamos a la Liga Italiana, donde ha habido un partido finalizado y todavía dos en juego, p e d r o En el partido de las 6 de la tarde, el Inter de Milán-Cagliari lo ganó el Inter con 2-1 y sale el descenso de estos puntos. Se pone, decimos esto. Y en los partidos de las 9 menos cuartos, n a p o l i s l a c c i o sigue 0-0. Y en el otro partido, Fiorentina-Milán, el próximo rival de Barcelona, siguen 0-0. En Alemania, en la Bundesliga, no hay ningún partido en juego, pero sí ya tenemos muchos resultados finalizados.、Lázaro. Samuel, el, Bayern se impuso,、eh, perdón, el Borussia Dortmund se impuso a y e se r n s i m p u p e d ó n el b o r Dormund t se i m puso a 0-1 en el estadio de Leal Arenas al líder, el Bayern de Múnich, con gol de Goche. Pero esto no hace que el Bayern pierda el liderato, que se mantiene primero con 28 puntos, seguido de Borussia de Dormund t y Borussia m ö n c h e n g l a d b a c h con 26. Aplazado, recordemos, el de las 3 y media con Lona Mainz. Pero se jugaron todos los de la jornada a esa misma hora. Friburgo 0, Elta de Berlín 2, Borussia m ö n c h e n g l a d b a c h 4, Werder Bremen 0. Salke se impuso 4-0 al Nürnberg con Ungla Hüttler, que marcó dos goles y un gol de Raúl. Y el Bosburgo impuso 4-1 al Hannover 96. Recordamos en Grecia, p a n a t h i n a i k o sigue líder tras empatar a 1 con el Olympiakos. Vamos a otra liga, a Holanda. Vamos a ir, p o q u e Pedro nos va a contar que hay un partido en juego. Bueno, pues el Ajax 2, Breda 2, que acaba de finalizar. El Breda que ha remontado el 2-0 del Ajax en los últimos cinco minutos y consigue un puntito en casa del Ajax. Tenemos otros resultados: el Jeremben 1, Walgik 1, Heracles 1, Twinty 1, Nij Nijmegen 1, 2, Roda,、eh, g a t s a p 1, PSV 3 y. Y eso es todo. Vámonos a Francia rápidamente con los resultados ya finalizados. Lázaro. Jugados ayer viernes, Samuel en el Olympique de Lyon cedió 1-2 contra el Rennes. Toulouse empató a 0 con Lille. Evian Tonongavers、eh, se impuso al Lori en t 2-1. Y jugados hoy, el a j a c c i empató a 2 con el Caen. El Dijon ganó 2-0 al Girondin de Burdeos y el Niza acabó con t r expulsados s e y perdido 2-0 contra San Etienne. Jugándose desde las 9 minutos 82 el Montpellier se impone 1-0 al Olympique de b a r s e l l a Mañana a las 5 Estat-Bretois contra s o c h a s v a l e n c i e n n e s s a s s u c e r y a las 9 Paris Saint-Germain-Nancy. <música> Otros rivales a destacar en esta jornada de champions de esta semana: el Jeng, el rival del Valencia, ha ganado 3-0 al Vesterlo y el Dinamo de Zagreb ha vencido por 0-3 al RNK Split. Y vamos con resultados en el Apertura Argentino, Lázaro. Estos son los resultados: Newell 0, Tigre 1. Eh, San Martín 0, All Boys 0, jugándose desde el 72, Ar Argentinos Juniors 1, Godoy Cruz 0, Independiente jugará contra Club Olimpo, Belgrano por jugarse Vélez de Sarfield, San Lorenzo contra Unión de Santa Fe, Boca Juniors Racing Club, Colón Atlético de Rafael, Estudiantes Banfield y Ila Lanús Arsenal de Saravay. Enviamos en la pelota de fútbol por la de baloncesto. Mario Moreno, resultados. Pues sí, ya tenemos estos dos partidos cerrados: el Fue Labrada 69, Gran Canaria 65, y el Vizcaya 67, Cajasol 75, que por cierto iba perdiendo el Cajasol y ha terminado ganando. O sea, una sorpresa en, en este partido. Y finalizamos esta ronda de y media con los resultados de b a l o m a n o con mis compañeros Pedro Almendro y Lázaro Caldera. En la Liga Sobal, a jornada 10, Academia Octavio 22, Fútbol Club Barcelona Interesport 35. Empate、eh, a 24 entre Antequera y Ademar León. Huesca 20, Torrevieja 23. j u a v i t Guadalajara b a l o m a n o 23, b a l o m a n o Atlético de Madrid 39. Caja 3, BM 32, a l s e r Puerto Sajunto 23.、Eh, Caja 3, ay, perdón, Ciudad Encantada 13, f l a n k y b a l o m a n o Granolles 10. Cuatro Rayas BM Valladolid. Eh, 30, Narrujaos La lo... Rioja 30. Y la locura de esta jornada, 28-28, acabó en la Maya Sport San Antonio el Betia Naitasuna. En la clasificación, líder el Barcelona Inter Sport con 20 puntos y segundo el Atlético Madrid con 18. Esto es todo en la ronda de y media. Se... Volvemos enseguida con el partido de Mestalla.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 As、11 menos 20, ya de la noche de este sábado 19 de noviembre. Aún no ha terminado nada. Estamos todavía en Mestalla, ahí conectando con José Emiliano Barrena. Cuéntanos qué está ocurriendo allí en el estadio del Valencia. Bueno, encaramos los 10 últimos minutos de esta primera parte de momento. Valencia 0, Real Madrid 1. El Real Madrid que estuvo a punto de meter el segundo por mediación de Cristiano Ronaldo. Recordar una a m a r i l l a para a r b e l o a tras falta. Amati ahora mismo tiene la bola el conjunto del Real Madrid, d i v i s i ó n de los dos campos. Balón para Arás en el círculo central, abriendo en banda izquierda para Marcelo. Marcelo de primeras para el francés, Karim b e n z e m a b e n z e m a para Marcelo en el carril del 10. Recupera la bola, el tiro、bueno, costa.、Mira. Qué jugada, eh. Jugada ahora entre Karim b e n z e m a y o z i l creo que era. Han conectado ahí una jugada al primer, poke, al primer toque. Un toque sí, seguro, e、eh. Totalmente. Está Real Madrid. está Por parte del francés y del alemán que están bastante metidos en el partido, ahora quiere sacar la bola al conjunto de Unai Emery, el conjunto del Valencia. El Valencia en defensa, a b r a en banda izquierda, buscando. A Rami, Rami arriba, va a rifar la bola buscando algún desbarque por parte de los blancos. Hoy sobre el terreno de juego, divisor de o dos campos, círculo central para el tiro Costa. El tiro Costa sale bien al quite. El francés Karim b e n z e m a de primera buscando a Cristiano Ronaldo. Ronaldo jugándola con Karim b e n z e m a línea de tres cuartos, entrando por d e n t r o Cristiano Ronaldo de primera se la quería meter、uh. a Diego Alves, pero ha salido providencial. El Valencia que intenta chicar aguas, vuelve a recuperar la bola. El Real Madrid, c a v i Alonso retrasando círculo central para Pepe. Pepe abriendo la apertura en banda derecha para a r b e l o a a r b e l o a de primeras para. l u c i l l u c i l o vuelve a retrasar la bola para a r b e l o a a r b e l o a dos para uno, retrasa la bola para Pepe. ¿Y qué os parece esta recta final de la primera parte, chicos? Pues,、eh, oye, resaltar una cosa, Barrena: es que el pase fue de x a v i Alonso. Estábamos aquí con los papeles, el, Xavi del, el pase de gol ha sido de x a v i Alonso. Y la verdad es que, bueno, simplemente reseñar, reseñar esto. Sí, puede falta finalmente, e x a c t o Y luego también quiero, quiero decir que el Valencia se está animando un poco, pero es que、eh, la presión que tiene el Real Madrid arriba es impresionante. No, o sea, pero es que... Está tocando bien. De veo... todas formas, vemos a un Valencia que toca más cómodamente en el centro del campo y el Madrid, bueno, sale más a la r e ó n a la contra, pero bueno, qué impresionante sí, sí, la presión、esperando. arriba. arriba.、Sí. Arriba presionó、bueno, sí, muchísimo. Como lo se piste un momento, el Madrid puede hacer.、Vamos. Fíjate que Cristiano a punto de marcar ahí el, y ha estado providencial ahí Diego Alves. Lo que, lo que no entiendo muy bien,、eh, porque esto en el Valencia es lo que tiene: que si t i e n e buenos porteros, pues no sabes cuándo juega uno y cuándo juega otro. Porque ha decidido. Una IEMERI poner finalmente a Diego Alves. No sé si podréis con contestarme vosotros, compañero, o José Emiliano Barrena, que está allí v i e n d o el partido. Yo creo que ha puesto a Diego Alves porque Guaita、eh, lo está reservando un poco para, digamos, partidos más continuados, ¿no? Para darle más continuidad en la liga. Diego Alves ha jugado los partidos de Champions. Sí. Y es un portero que se está concentrando más para citas importantes. Está más、no. acostumbrado a citas más importantes y se nota. Se nota, sí, se nota. Ha, estado, ha estado con Brasil también、claro. ahora. Así que... Está más rodado en Brasil, más tenso. t e n e ese puntito、sí. de presión. Tiene que, esa、sí. presión. Y bueno, Guaita es un portero, es un portero de, de liga, ¿no? de partidos regulares. Tenemos mensajes, Samuel, ahora c a b l o s Cuéntame, o Nos dicen desde, desde Twitter:、eh, Alberto Lozano, Quilombo es lío, barullo, gresca, desorden. De hecho, una peña del c l u b Deportivo Badajoz se llama así. Grande, Vaya, chavales.、Eh, estoy quedando、saludos. fatal hoy, ¿eh? Increíble, <risa>、no、sé si... La gente ya nos saca hasta de los barullos.、Eh, Lalo Pulpo, es decir, nuestro compañero Carlos Gata, que estaba en Barcelona, Barrena, ¿estabas comiendo chope s cuando has cantado el gol o qué? Barrena, <risa> <risa> ¿qué tienes que decir sobre eso? Que no, que no. Que, que, que, que bueno, y Jara Lura nos manda un saludo a nuestra compañera de Fuera de Juego. Espero que le esté yendo bien al equipo de Fuera de Juego Onda Campus. Me encantaría estar allí con ellos, pero el deber me llama. Un saludo, chicos, y eso es todo, Samuel. Ahí está,、yo. pues ahí están los, los mensajes de Twitter. Siempre algunos muy graciosos.、Eh, mi, mi compañero Pedro Almendro me va a comentar. Que en Italia ya h a finalizado los dos partidos, ¿no?、Que、sí, se terminaron los dos: Fiorentina 0, Milán 0, el próximo rival del Barça, y Nápoles 0, Lacho 0. Así que en la, en la clasificación, el, el Milán se coloca,、eh, sigue segundo detrás de la Lacho,、sí. un puntito para cada uno con sus empates. No, tiene que jugar el l a c h Nada, también, partidos、sí. preciosos y espectaculares los que、uh -huh. estamos viendo en el Cacho este año, desde luego. Bueno,、eh, un poquito aburrida. No sí, comparto sí. la misma idea. No, eran que... puntitos de ironía. Digo... <risa> muy, <risa> muy buena, muy buena. Vale, vale, buena. Es que te... aquí hay que tener una banderita que ponga sarcasmo, sí, ironía sí, y así n o p e l e a m o s más rápido. Radio, hay que, radio, que mirarse la la de... a la cara. Bueno, verdad,、sí. la, verdad, la Liga, liga <risa> siendo... Italia está bufando. Llevamos <risa> aquí dos horitas pendientes del partido. Y, y... Sobre todo los equipos, claro, los equipos que siempre nos suelen dar espectáculo, como el Milan, el Inter, están ahora que son cementerios de elefantes. Que todos los jugadores que no los quiere nadie se van allí, pues bueno, no podemos ver nada del otro mundo. Precisamente la e s t á n liderando el Udinese y el. El a c h o el u d i n e s e que fíjate,、Imagínate. es un, uno de los equipos que se ha llevado una goleada del Atlético. Por lo tanto, fíjate, ¿no? Como está la cosa.、Italiana. Bueno,、eh, José Emiliano Barrena, vuelvo a conectar contigo porque ha, ha habido alguna jugada por ahí con Marcelo, ¿no? De falta. Bueno, sí, pero antes resaltar la jugada de Cristiano Ronaldo, que se quedó otra vez solo ante, Daniel, ante Diego Alves. Estuvo a punto de meter el segundo para el conjunto del Real Madrid, pero estuvo otra vez providencial, el zaguero del conjunto del Valencia. Ahora mismo, balón parado cuando ya concluye el tiempo reglamentario. Veremos a ver cuánto mete el, el, el árbitro de la contienda. Final del primer tiempo, Samuel. De momento, Valencia 0, Real Madrid 1. Bueno, pues ahí está la primera parte ya finalizada en Me Stalla, 0-1.、Eh, me quedo contigo, Josemiliano é Barrena, porque hay que comentar alguna cosilla. Por ejemplo, la jugada con más sabor para ti y el mejor gol de cada equipo. Ahora sí, Josemiliano é Barrena, la jugada con más sabor para ti del partido. Bueno pues la jugada con sabor fue esa falta que tenía x a v i Alonso. En el área del conjunto del Valencia, la internaba en el área, la bajaba de manera providencial el francés Karim b e n z e m a para adelantar a los blancos, hoy más bien a los rojos, para adelantar al conjunto del Real Madrid. ¿Y el mejor jugador de cada equipo cuál ha sido para ti? Bueno, pues del Real Madrid, el susodicho Karim b e n z e m a por ese golazo que ha marcado, y del conjunto del Valencia resaltar al francés Mathieu. Sí, señor. Bueno, pues los dos franceses como mejores jugadores del partido. Es que en Mathieu, si lo ves. a h o r a de camino al vestuario es que iba derrochando, <risa> iba p a r e c í a que llevaba una botella de agua por, por detrás. Bueno,、eh, es, es, es, tremendo, sí, es tremendo. Bueno, algún comentario antes de hacer una pequeña pausa, compañeros, de、pues, la primera mitad. Cosa p a r e i d a hacer una lectura, si más o menos general del partido. Yo veo al Madrid muy bien, la verdad. Está jugando como lleva jugando toda la liga, y es una fórmula que, bueno, lejos de debates y, y de, de lecturas improvisadas. Sobre todo por el lado culé, valga, la, valga el ataque. No,、pues、no bueno, es el juego del Barcelona. De es una fórmula que le, que le sirve. El Madrid ha jugado siempre así. Es un equipo que es dinámico. En tres pases se planta en la, en la portería del rival y te marca.、Uh -huh. Y el Barcelona tiene otra fórmula que es la del toque, toque, toque, toque. Y cuando saca, salió. Son dos fórmulas igual de eficaces, igual de efectivas. Y a cada uno de los dos le va a venir.、Pues、traje, el partido,、no lo... sí. pues v e al Madrid, como he dicho, bastante rápido a las contras. Y a un Valencia, bueno, pues que está controlando algunas. Algunas jugadas、eh, así un poco de tic i taca en el centro del campo, pero bueno, el Madrid tiene una pegada arriba y una presión que es invidiable, la verdad. Yo la verdad veo al Valencia capaz de hacer un poquito más en el partido, pero a, a la vez, por lo menos atrás, se le ha visto blandito. Y,、sí. y como se le vaya la cabeza, c o n mínimo, espero que salgan con más ganas en la primera parte, como no se cuiden atrás, les puede venir r a p i d i t o el segundo. Neutralizando al Valencia, el Real Madrid, ganando en Mestalla 0-1, colocándose líder, no dejando. Ni margen de, de puntos al f c b a r c e l o n a Vamos a una pausa. i t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 En Onda Campus te dejamos que tomes el control. Te esperamos. ¿Cansado de la monotonía? ¿Harto de hacer siempre lo mismo? ¿Qué?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 ママ、ママ、The Rigor、Lazare、Mire, e s e u、hey, m o s, <S a c i、okay. okay. a n d o r e よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよ ラララ n ラララララララララララララララララララララララララララ マミタルト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 Aquí seguimos cuando son las, las、eh, 11 en punto ya. Aquí de este sábado 19 de noviembre seguimos con el buen fútbol aquí en Onda Campus. Y vamos a comenzar con la ronda informativa. Vamos a la primera división. Dos partidos ya finalizados del día de hoy. El Villarreal 1, Real Betistero con gol de Borja Valero. Y Barcelona 4, con goles de Piqué, Messi, p u y o l y David Villa. Real Zaragoza 0 en juego. Bueno, en el descanso está el Valencia 0, Real Madrid 1. ¿Todo preparado para comenzar la segunda parte, José e Miliano? Bueno, ya saltan los jugadores al terreno de juego. De momento, como has dicho, Valencia 0, Real Madrid 1. Vámonos a la segunda división. En la segunda división, partidos ya finalizados. El de ayer viernes, g i n a s t i c a 0, Guadalajara 0, y a las 4 que había finalizado, el Real Valladolid 2, Villa Real B1, Pedro Almendro. Los partidos que comenzaron a las 6 de la tarde. El resto de partidos, Real Murcia 0, Barcelona B2, Numancia 1, Huesca 1, Girona 1, Sabadell 1, Córdoba 3, Alcorcón 1, Celta de Vigo 0, Hércules 1, Alcoyano 2, Recreativo de Huelva 1 y Las Palmas 0, Jerez 0. Recuerdo que para mañana a las doce tenemos el Elche Deportivo de La Coruña y a las ocho el Almería Cartagena. En Segunda División B, Grupo cuatro Equipos Extremeños, el Villanoven se ha ganado 2-1 al Sevilla Atlético. Es el único partido de equipos extremeños que se ha jugado hoy. Para mañana a las doce se deja el Sporting Villanueva Cacereño y a las cinco el Orca Atlético Badajoz. Y en tercera división, nuestro grupo extremeño, resultados, Mario Moreno. Bueno, pues tenemos en la jornada 14 los siguientes resultados: Sociedad Polideportiva Villafranca 1, Plasencia 1, Miajadas 1, Morado 0, Santa m a r í a 1, Hernán Cortés 1, Val de la Calzada 3, Chinato 2, Jerez 3, San Vicenteño 0.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 Queenspack Rangers 3, Sunderland 0, Fulham 0, Westbrown 2, Bolton 1, Wigan 3, Blackburn 3 y Norwich 1, Arsenal 2. El líder sigue siendo el Manchester City con 34 puntos. Segundo se m a n t i e n e los Red Devils, el Manchester United con 32. Y en la serie A italiana ya, se han ya han finalizado los dos partidos que teníamos pendientes y son. Eh, tres en total los partidos que se han jugado, ¿no es así, Pedro? Así es, esta tarde a las seis se jugó el Inter de Milán Cagliari con 2-1 para los milanistas. A las nueve menos cuarto se s ha jugado el Napoli Lachio, que ha acabado 0-0. Y a la misma hora, a las nueve menos cuarto, s Fiorentina hace Milán, 0-0. Así que sigue, la, sigue el líder el Lachio con ese puntito y el Milán le acompaña en la segunda posición con el punto que han conseguido e el empate. Y、eh, recordar que este será el próximo rival en, la siguiente, en el siguiente partido de Barcelona en la Liga de Campeones. Vamos ahora a la Bundesliga,、eh, algunos partidos que ya han finalizado.、Eh, por ejemplo, ese partido entre el Bayern y el Borussia Dormund, t que era el partido más destacado de esta jornada.、Lázaro. Así es, Samuel. El Bayern se impone por. Perdón. Pierde. p e l El Borussia de Dortmund、eh, se impone al Bayern de Múnich por 1-0, que será el próximo, el próximo rival del Villarreal, aunque a pesar de la derrota sigue líder. El Colonia Mainz fue aplazado por un intento de suicidio del árbitro del partido. El Friburgo se perdió 0-2 contra el Alerta de Berlín. El Mocheglafdach n ganó 4-0 al Verden Bremen. El Schalke quedó 4-0 con el Nuremberg, con dos goles de j u n t e l a r y un gol de Raúl. Y el Wolf Wolfsburgo ganó 4-1 al Hannover. Seguimos con ligas internacionales. Vamos ahora a la Liga de Francia. Lázaro, ahora s í estás en condiciones. Bueno, vamos, vamos primero con la Liga Holandesa. Venga, Pedro. Vamos con la Liga Holandesa. Finalizado hace unos minutos el Ajax 2, Breda 2.、Eh, y en los partidos de esta tarde el h e r b e v e n 1, Waldwick 1, Heracles 1, Twenty 1. Ni Megen 1, Roda 2, Gaschap 1, PSV 3, y eso es todo. Ahora sí, Liga de Francia, Lázaro. Bueno, el Olympique de Lyon cede 1-2 contra el Reims, empate a c entre r o e Toulouse y Lille,、eh, victoria del Dijon contra el Girondinsel Burdeos 2-0. El Niza que acabó con tres expulsados pierde 2-0 contra San Etienne. El Leviantonón gana 2-1 contra el Lorien. t Empate a 2 entre Hacho y Caen. Montpellier se impuso al final 1-0 al Olympique de Marsella. Y mañana a las 5 v a l e n c i e n n e s a u s e r Stade Bretois-Sochox. Y a las 9 Paris Saint-Germain-Nancy. Recuerdo que algunos rivales de nuestros equipos españoles en la Champions、eh, han finalizado sus partidos, como el Dinamo de Zagreb, rival del Real Madrid esta semana, vencido por 0-3 al Rene K Split, y el Jeng de, de la Liga Belga, ganado 3-0 al w e s t e r l o que será el rival del Valencia esta semana en la jornada de Champions League. Y pasamos, c r u c e m o s el charco hacia América con el apertura argentino, Lázaro. Así es, Newells 0, Tigre 1, San Martín 0, All Boys 0, Argentinos Juniors 1, Godoy Cruz 0, a las 11 y 10, Independiente Club Olimpo, mañana a la 1 y 4, Hora Española Belgrano Vélez de Sarfiel, a las 9, Hora Española San Lorenzo Unión de Santa Fe, Boca Juniors a las 11 y 10, contra Racing Club, Colón, Atlético de Rafael a la 1 y 4, a Estudiantes a las 9 contra Banfield el domingo, y Lanús a la 1 y 4, Hora Española. Contra Arsenal de Sarabay. Cambiamos ahora al mundo del baloncesto. María Moreno, resultados. Pues sí, el partido que hemos estado siguiendo hoy fue en labrada Gran Canaria. El resultado final ha sido: fue en labrada 69, Gran Canaria 65. Y posteriormente, el partido que comenzaba a las 8 de la tarde. El Vizcaya 67, y Cajasol 75. Y recordar que este partido lo iba ganando el Vizcaya. Sorprendente derrota ante el Cajasol. Terminamos con b a l o m a n o la jornada 10 en la Liga Sobal, Pedro y Lázaro. Academia Octavo 22, Barcelona Inter Sport 35. Empate a 24 en t a n t e q u e i a de Marleón. Huesca 20, Torrevieja 23. Juádiz b a l o m a n o Guadalajara 23, b a l o m a n o a t l é t i c o de Madrid 39. Caja t r e 3 BM 32, a l s e r Puertos Agunto 23. Ciudad Encantada 29, Graquín b a l o m a n o Granolles r 24. Cuatro Rayas BM Valladolid 30, Naturjaos La Rioja 30. Amayas p o r t San Antonio 28, empate a 28 en contra del Betia de Nantes 1. En la clasificación, líder el Inter, Inter Sport Barcelona con 20 puntos y segunda posición para el Atlético con 18. Bueno, pues eso es todo la ronda informativa. Vamos a conectar rápidamente con el partido de la que empezó a las 10 de la noche entre el Valencia y el m a d r i d Josemiliano Barrena. Novedades. Y Alba la ponía de primeras para Matías, que apuraba en línea de fondo. Se la ponía, se paseaba por el área la bola. Sin éxito para el Soldado, ni para el Valencia, que no pudo igualar la contienda. Ahora mismo hay tarjeta de Cristiano Ronaldo por pegarle la zancadilla al b e l d a Alvenda, La primera tarjeta para el jugador. Portugués y la tercera para el conjunto del Real Madrid. z u n a y Ever en el banquillo que se muestra un poquillo nervioso ya que ve pasar los minutos y que el equipo no es capaz de reaccionar a este primer gol del Real Madrid. Sí, es que ahí a l b e l d a se ha llevado la, la patadita porque le ha intentado hacer una ruleta. A Cristiano Ronaldo、eh, Barrena, y sabemos que al portugués, pues esas cosas a él sí le gusta hacerlas, pero. Muchas gracias, no le hacen. ¿no? En, en contra suya no le gustan mucho, ¿verdad? Bueno, lleva tiempo ya a i r e a n d o con las manos. Ya lo vimos en la primera parte. La segunda parte ha empezado igual. Veremos si no es por la ansiedad que tiene normalmente a lo largo de los partidos de no poder marcar un gol. Ahora mismo tiene la bola el conjunto del Valencia Cruz de Fútbol. Ya transcurre el minuto 8 de la primera parte. Valencia 0, Real Madrid 1, se lo está contando. Onda Campus en juego en Onda Campus. Aquí en ¡Estalla! Vaya lleva la pelota el conjunto del Valencia. Retrasa la bola el Tino Costa para el v e l d a abriendo en banda derecha, buscando a Miguel Escolado. Baja bien con pierna derecha, le n t r a a a Cristiano Ronaldo, se va de él. Apura línea de fondo. Vuelve a recuperar el conjunto de l Real Madrid. Ya sale del campo de los Madridistas. Cristiano Ronaldo de primera círculo central para Arás, que pierde la bola. Balón para el Tino Costa, retrasando para la defensa del conjunto del Valencia c l u b de Fútbol. Retrasando para Víctor Ruiz de primera. Vuelve a buscar al Tino Costa, se la pone otra vez p a r a Víctor Ruiz echando la bola atrás y creéis veis al Valencia con capacidad para igualar la contienda, Samuel.、Eh, bueno, yo no sé,、eh, han empezado la segunda parte. Yo creo que el Valencia ya un poquito echándose más, más arriba,、eh, Real Madrid un poquito más. Eh, más conservador, pero bueno,、eh, tú que estás ahí que lo estás viendo el partido en、eh, la misma tónica, el Real Madrid intentando dominar el, el, el, el partido, ¿no? Bueno, simplemente he visto que ha entrado un poquito más espabilado el conjunto del Valencia, pero bueno, el Real Madrid muy bien posicionado en líneas, muy bien en defensa, ha tenido ya el cambio. Ya está, como hemos dicho anteriormente, Mourinho ha sacado al, al velo, ha entrado al viol, defensa por defensa, y ahora mismo ahí tangana entre soldado claro, y el e s t l o por una patada cuidado, más g n e del desfile, ¿ves Samuel? Se puede liar ahí entre. Soldado, vemos ahí a Sergio Ramos metido por medio. Pero、no、ha que, ¿Qué ha pasado, b a r r e n a u e Bueno, pues, ole, que Marcelo le ha pegado una patada abajo a Soldado. Sí, bueno, y、vale. este, pues, vemos,、sí. no le ha hecho ninguna gracia. Soldado también tiene su carácter, pero、amarilla. sí es verdad. Bueno, y le saca, t r e r a Vitine, saca amarilla al jugador brasileño. Bueno, pues, amarilla Marcelo en esa jugada. Que a p u n t o h a estado de liarse ahí una, una buena, pero todavía parece que desde la distancia se, man se está mandando a ver. Se está recriminando esa falta, ese patadón abajo.、Muy、bueno, pues. Bueno. Ahora contamos esa falta que también es, es peligroso para el marco de i k e r Casillas. Bueno, falta en banda derecha que va a votar el conjunto de u n a i e m e r y en el minuto 10. Veremos si son capaces de igualar la contienda, si son capaces de ahogar estos tres puntos que ahora mismo tienen la Buchaca, los de Mourinho, estos tres puntos que dejarían otra vez al Real Madrid como líder. Va a sacar la falta el tiro Costa, escorado en banda derecha, se dispone, el árbitro pone bien la barrera y me parece que va a sacar tarjeta.、Si saca tarjeta t A r j e t a un jugador de l r e a l m a d r i d a m e s u t o z i l por no guardar la distancia reglamentaria de la barrera. Eso son tonterías. O sea, no, no te puedes coger y. ¿Qué más da? Un metrino más, metrino menos. O sea, no se puede coger y permitir o z i l una tarjeta amarilla.、No, no, tampoco es un. Vos veis un jugador que, que tenga mucho peligro e i n a l Costa arriba, segundo palo. De cabeza quería llegar m a t i é uno de los mejores jugadores de la contienda del conjunto del Valencia. Balón atrás para Jordi Alba. De primeras、bueno. buscaba en el pico del área, parejo. Quiera magar uno o dos. Ya saca arriba la bola. Muy bien, Las Diarra. Intentando de que llegue a l g u n o s de los delanteros que aparecen menos en esta segunda parte. m a t i é está fundido, eh. Matías lleva un trabajo enorme todo el partido. Y de hecho, es que, mira, ahora mismo, cuando estaban ahí arriba,、eh, el Valencia, es que se le ha notado que ha hecho una carrera por salvar la pelota tremenda. Y es que cuando ha querido volver a, a por ella, es que no. Sí, pero tiene un buen físico y、sí. eh, es un jugador que está a los 90 minutos, que tiene un valor tremendo, está a los 90 minutos mira, corriendo mira. a la banda. Acá el, de robar una pelota ahora mismo. ¿Cómo él lo hace? Bueno,、eh, te quería preguntar,、eh, José Emiliano,、eh, lo, los dos equipos. Eh, han comenzado más o menos con la misma intensidad, pero de momento,、eh, ¿cómo ves tú ahora al Valencia? ¿Crees que durante el partido se irá espabilando, se irá echando más arriba, le irá comiendo un poco de, de terreno al Real Madrid? Bueno, veo al Valencia bastante mejor, ya que ha puesto más de media punta m a t i a s y ha escorado en banda derecha, en banda izquierda, perdón, está ahora mismo, más Jordi Alba, que está subiendo muchísimo, además de Parejo, que está un poquillo más escorado. Veo al, al conjunto valencianista bastante mejor. Que en la primera parte veremos si son capaces de igualar esta contienda, de igualar este 0-1. Ahora mismo tiene un balón en banda derecha en córner que va a sacar parejo. Minuto 12 de esta segunda parte. Onda Campus se lo está contando en directo, llevándoselo a sus hogares. Este Valencia Real Madrid de primera la pone al pico del área. Ya le pegaba el conjunto del Valencia. Sacan bien el, el, la bola del área de Iker Casillas. v a l ó r a r r i b a montando rápidamente la contra. Arriba Karim Benzema al quite con un jugador del conjunto valencianista. Rau, en la t i a r r a viendo manda derecha. Ojo, ojo. Ahí está Mesuto Silly, Carril del 8, apurando el colado en banda de manda izquierda, de manda derecha. De primera se la quería poner arriba y hay falta, Samuel. Hay falta. Hay falta ahí y vamos a ver porque, bueno, era falta de. e Sí. í、sí. b a l ó n parar el Valencia, Barrena? Bueno, balón paraísmo para el Valencia en banda derecha. La tiene ahí el Tino Costa que la va a recuperar ahora en el centro del campo. Línea de tres cuartos. Intentando llegar al área de i k e r Casillas. La defensa bien posicionada. Se han retrasado un poquito las líneas de José Mourinho. Ahora mismo dice que hay falta y le pega un balonazo el Tino Costa a la s tierra. s Viéndole calma a Marcelo. No,、eh, ahí está la cosa con Marcelo como para pedir calma.、Eh, se ha e n c e n d i d o también ahí el Tino Costa un poco. El, el árbitro que. Está poniendo orden ahí un, un poquito porque ya me parece que el partido se calienta de vez en cuando, se está calentando ahí bastante. Bueno, ahora mismo tirado en el terreno de juego, Lazierra, el cual también está haciendo un partido bastante importante, jugando muy bien en el centro del campo, recuperando y rompiendo muchísimo el juego. Ahora mismo se toca la pierna derecha, veremos si no tiene que ser cambiado, Samuel. Vamos a ver si puede seguir ahí el francés. Está ahí, bueno, bueno,、espérate. pero sí, está un poquillo caliente、espérate、el partido que... ahora mismo. Tarjeta amarilla no,、si、para Sergio Ramos y tarjeta también amarilla para a l b i o n los cuales tienen un rico rape ahí sí, en banda derecha. Sergio Ramos y Alberta ahí l o han tenido, ¿eh? Pero no, no, hay... Es lamentable que, que en un partido se pongan a darse en pulmones con los niños, chicos, c o a n o está un jugador ahí. No, pero una acción pero se ha salió, calentado. Sergio Ramos y Alberta, que son los, los jugadores más temperamentales de cada equipo, pues acaba que hay por、pues, una pauta. No, pero es que por una acción ya parece que la segunda parte. Eh, se ha calentado un poco más. Hay que tener en cuenta que se están jugando ambos conjuntos mucho y ha habido algunas acciones aisladas. Bueno, hay un pequeño barullo ahí, Barrena. No sé si podrás contarnos bien qué está sucediendo, pero Las d i a r r a todavía sigue fuera de los terrenos de juego. Ha habido ese pequeño rif f y r a f entre Sergio Ramos y Alvelda, pero hay un montón de jugadores ahí. No consigo discernir bien、eh, jugadores del Madrid, del Valencia ahí. que No sé qué está pasando ahí, Barrena. Bueno, porque、pues、se ha calentado un p o q u i l l o el partido después de ese balonazo que le ha pegado el tiro Costa a.、Uh... Las Tierra, que estaba en el suelo, y bueno, h a aparecido todos los jugadores, incluso el, el, el capitán del r o m a d dice que casi ya ha ido a, a ver、razón. qué ocurría. Esperemos que no se caliente el partido después de esta pequeña tangana. Bueno, y es que hemos perdido ya casi un minuto y medio ahí en esa pequeña rifi-raf entre el t i n o Costa y Las Tierra. Y、eh, veremos a ver, bueno,、eh, vamos a hacer una pequeña pausita y enseguida volvemos a Mestalla.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 Se las lleva e l viento. Onda Campus viaja contigo. ¿Cansado de la monotonía? ¿Harto de hacer siempre lo mismo? ¿Harto de hacer siempre lo mismo?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 Mr.、Go! Worldwide, check it in. Aquí estamos en Onda Campus, son las、eh, 11 y 20 aproximadamente.、Eh, vamos a volver a Mestalla.、Eh, Barrena, aquí se está liando ya Parda. ¿eh? Sí, está. se está empezando、sí. a calentar bastante el partido. Ahora por, sí, ahora por parte del entrenador del conjunto de r e a l m a d r i d José Murinho. o Que recriminaba la jugada anterior con Marcelo al Tino Costa y se ha empezado a armar entre el Tino Costa y m o u r i n h o Y m o u r i n h o y el Tino Costa, donde han aparecido bastantes jugadores del Valencia. Sí, se ha liado ahí un, han salido ya preparadores físicos, técnicos. El, el árbitro, la verdad, que no está teniendo, está teniendo mucho trabajo ahora.、Eh, y vamos a ver qué pasará. Ha habido un cambio en el Valencia. No sé si me lo puedes confirmar, Barrena. Bueno, eh, eh, estamos poniendo ahí con la conexión a h o r con Barrena, a ver si la recuperamos.、Eh, como comentaba, el partido se está ensuciando bastante,、eh, esas jugadas, esa polémica y ahora. Y cuando ya empieza a saltar Mourinho, la cosa es que se puede calentar más de lo habitual. Esperemos que, que no ocurra nada grave y que podamos volver a ver el espectáculo que hemos visto en, en la primera parte, compañeros. Bueno, sigo otro ratito con José Emiliano Barrena. Cuéntanos, ahora sí parece que te hemos recuperado, ¿no? Emiliano. Sí, ahora mismo, minuto 19 de la segunda parte. Valencia 0, Real Madrid 1. Balón que tiene el conjunto del Real Madrid en campo del conjunto valencianista para Karim Benzema. Pico del área, retrasa la bola en línea de tres cuartos. Jugándola con Chavi Alonso, abriendo la apertura en banda derecha. Pico del área para Mesutosil, retrasa la bola para las, las de primera para Quedira. Quedira quería volver a jugar con su compatriota Mesutosil. Vuelve a recuperar la bola m a t i é m a t i é para Jordi Alba. Jordi Alba intentaba de p o n e r s e a m a t i é Balón que vuelve a recuperar la defensa del Real Madrid. m a t i é que está incesante durante todo el partido. o a a b j Que otra vez vuelva a recuperar el conjunto del Valencia y tarjeta a m a r i l l a para un jugador de l Rama e l d r i d para x a v i Alonso.、Bueno, ha dejado de ser un partido. ¿Cómo, ¿Cómo están repartiendo los dos, eh, Barrena? Matías, <risa>、uh, ya、Madrid. es la novena tarjeta、madre、que、mía. tiene el conjunto del Rama e l d r y Chavio Alonso. Chavio Alonso, Atatala, c h a v i Madre mía, madre mía, d e Madre mía, mía.、No, estaba buena, eh. ¿Cómo de、claro. ahí? Bueno, Matías, para variar con los dos. No, no, no me gusta cómo está la tónica de p a r t i d a ahora. Ahí que se está ensuciando bastante, con, se está parando demasiado ¿eh? el partido. ¿no? Estaba siendo bonito hasta que se ha empezado. Sí, a... pero a ver, hay que tener en cuenta que、eh, el liderato está en juego.、Pues、l Real Madrid se está jugando el liderato, está ganando y el Valencia se está jugando.、Eh, s no perder. Decir,、claro. Mirad las amarillas, vemos las amarillas ahora mismo.、Eh, creo que son seis por el Madrid y dos por el Valencia. ¿eh? Sí, pero Va, ha, habido, ha habido un par de amarillas muy absurdas, por ejemplo la de Oxil. Y、bueno, el、bueno, que estoy viendo, estoy viendo ya en el v a l e n c i a y a f e Gulí, que era el cambio que antes no ha podido confirmar Barrena, porque hemos tenido problemas i t con la conexión. Pero bueno,、eh, de momento, el partido, vamos a ver si. Continúa e s a estela, ¿no? Porque, Barrena, ver tanto, tanto como se para el partido y ver tanta polémica no es bueno para el espectáculo. Pues no, porque rompe la dinámica que tenía el partido de ida y vuelta, esa primera dinámica con la que comenzó la segunda parte en la cual se veía el Valencia, un poquito más, in más incesante ahora mismo. Balón en banda derecha que va a sacar de. De banda, el conjunto del Valencia ya se dispone a sacar el minuto 21 de esta segunda parte. Va a sacar Miguel, Miguel arriba, primer palo, se la quería poner al soldado. m a t i a s también que aparecía, arriba salía. Pepe, balón para montarla contra el Real Madrid. Vuelve a recuperar el Valencia. Mejor en esta última etapa de la, del partido. Vuelve a recuperar el Real Madrid por m e d i a c i ó n de Karim b e n z e m a Arriba el salto con x a v i Alonso. Vuelve a bajar la bola. Las tiradas. Balón para m a t i é s e banda izquierda. Uno de los mejores jugadores del Valencia. Sale al quite bien. El zaguero del conjunto del Real Madrid, saque de banda favorable al Real Madrid. m a t i a Mario, Qué que... jugador. Es tremendo. Ha visto,、no sé si、ha visto la jugada anterior cuando pierde la pelota y rápidamente ha pegado dos zancadas. a hay... recuperarlo se ha tirado de forma. De, de forma para recuperar la pelota. Es impresionante, m a t i a Tiene un despliegue físico. Ojo, bueno, Matías, que chuta puerta por encima del travesaño. Está, y, y encima, capaz de, capaz de marcar y todo hoy. ¿eh? Y encima, desde fuera del área, se marca un, un disparo. Pero bueno, se ha ido un poco para arriba, pero ahí va con potencia. ¿eh? Bueno, he visto antes que estaba calentando Higuain. Podría entrar en esta segunda parte. El perro por el gato, se podría decir, capaz de entrar por b e n z e m a n o José Emiliano? Sí, bueno, b e n z e m a que en esta segunda parte ha aparecido más bien poco, a p a r e c i d muchísimo más en la primera parte y seguramente que sea el cambio normal, ¿eh? delantero por delantero. ¿Y por,、claro. qué, ¿y por qué no quita a otro y juega con los dos? ¿Por qué no pueden jugar los juntos igual y v e n z e m a No, pero es fruto de este, este cambio, también es fruto del juego tosco que se ha puesto ahora. A ver qué es lo que pasa ahora. Bueno, balón en banda izquierda, ¿qué tiene Cristiano Ronaldo? i n t e n t a d o internarse en el área.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 No, bueno,、eh, vamos al estadio de Mestaña. No ha habido gol, no ha habido gol, pero lo que está viendo son muchos golpes. Sí,、eh, es un、Bar、gol de golpes. Barrena, cuéntanos por qué.、Sí, sí, sí. Bueno, Otro tangana más en el campo. Otro tangana más por parte de uno de tu equipo. Soledad, e que vuelve a estar de por medio. Y、oh. Sergio Ramos, otra、madre、vez.、Mía. Otra、madre. falta sucia al suelo, sí.、Ramos、y Feguli.、Ah, madre、sí. mía, cómo ha dejado Feguli ahí en esa pugna de golpe ahí. A ver qué ataca el Madrid. Ataca el Madrid, Barrena, ¿no? Y、sí, bueno, ataca e l Real Madrid. Minuto 25 de la segunda、Qué、parte.、Golpe. Balón que tiene el mismo. El Valencia. Balón en banda derecha. Que tiene m a t i a s m a t i a s que va a intentar de poner arriba el balón. Bueno, pues、eh, hemos visto.、Eh, mientras estamos en el descanso, hemos visto como dos o tres tanganas. O sea que,、eh, hombre, el espectáculo ya se está, se está cortando con jugada como esa, como la de Febuli. Que ha dejado también el recadito de Sergio Ramos. Yo creo que sí, p o、sí, gracias al f ú t o se Está, ha acabado y hemos、sí. dado pasos a pasar los palos. Pero bueno, se c a l i e n t a Cuidado que ataca el Madrid. a t e n c i ó Cristiano. Bueno, balón para el conjunto del Real Madrid que va a h a contra Cristiano. Entrando división d o s campos. Uno contra uno. Se mete en área el bicho. Ahí va. p Una línea de fondo. Se mete sin t e r n a r el área. Se, va, se, va. se hace un quilombo <risa> al final y sale la bola por línea de fondo. <risa> bueno, una, una, es, cosa,、sí. una cosa. Si ahora mismo marcara el Valencia. Esto sería la guerra, padre. Vamos, Bueno, va a salir Higuain. Hablábamos antes sobre, decía Samuel, ¿por qué no pueden jugar los dos juntos? Higuain y Ben z e m a Pues bueno, yo creo que está claro, ¿no? El Madrid tiene una alineación que es un 4-2-3-1. Y metiendo Higuain y Ben z e m a yo creo que obligas al equipo a jugar un 4-4-2 o algo parecido. Yo creo que el Madrid juega bien ahora. ¡Cuidado! o g o l o o l o o l o o l o o l o o l o o l o o l o o l o o l o o l o o l ¡Gol! l s e r g o r o s Del Real Madrid. Minuto 26、bueno. de la segunda parte. Balón、bueno, en córner que se cocina. El primer palo llega de cabeza Sergio Ramos para poner el segundo en el marcador. r Como digo, minuto 26 de la segunda parte, Valencia 0, Real Madrid. 2. Bueno, otro gol del Real Madrid, este, en esta ocasión ha sido de Sergio Ramos y lo vemos ahí, el 2 a 0. ¿Cómo vota la pelota? Un golazo. Sí, en la salida de córner、oh. eh, no ha llegado Diego Alves, pero ha dado en el palo,、pero、estaba qué listo, por ahí b e n z e más. Elito ha sido Sergio Ramos de c a b e z e r a al suelo para que el. 0-2 por el Madrid, gran partido y bueno,、eh, yo creo que ya sentencia, s í eso no puede decir Barrena, está sentenciado el partido ya. Bueno, veremos a ver porque el Valencia, la verdad, es que ya tiene casi media hora para hacer el g o s del corredor. ¿Y cómo lo ha celebrado Sergio Ramos con los componentes del banquillo rápidamente? Porque es un partido、eh, bastante complicado entre el Valencia y, sobre todo, porque el Barcelona había ganado con solvencia 4-0. Así que e s u n i m p o r t a n t e los tres puntos para el Real Madrid. Bueno, en cambio, por las dos contiendas, por parte del Real Madrid se fue b e n z e m a entró i g u a n i por parte del conjunto del Valencia, se fue Benjulí y entró en su parte Pablo Hernández. Bueno, pues ahí estamos, el Real Madrid ganando 0-2, Al Valencia. Sí, Lázaro, ¿querías comentar? Bueno, que yo quería comentar que antes hemos,、eh, hemos intentado hacer ahí un pequeño debate, estaba comentando lo de Iguarín y b e n z e m a n o Decías tú que por qué no pueden jugar los dos, los dos juntos. Yo creo que el Madrid ahora mismo. Eh, tal y como tiene ya no s o l o construido el equipo, sino lo que es la plantilla,、eh, no、veo, imposible, veo imposible、no、que puede, puedan、no、jugar、puede. los dos en el mismo equipo, en, en la misma formación. ¿no? Yo creo que al Madrid le conviene jugar como está jugando ahora, que es un 4-2-3-1, un medio centro, la línea de defensa, lógicamente,、mm -hmm. un medio centro defensivo, otro constructor, dos interiores muy rápido y por detrás, pues bueno, un constructor, un media punta creativo, un tipo Zil. Pero bueno, de jugar los dos juntos tendría que jugar Iguain por detrás de b e n z e m a y b e n z e m a como único punto arriba. Bueno, hay que recordar que el año pasado el Ramadri e l d ganó en este campo 2 a 6.、Eh, recordar que、sí. bueno, el gran protagonista de aquel partido fue Iguain, pero también fue Kaká, que no está hoy, que está de baja por, por lesión. Y la verdad es que、eh, fue el, fue el、sí. partido de Kaká, porque recordamos que Kaká el año pasado estuvo bastante renqueante con las lesiones y.、Uh -huh. Resucitó con ese partido. Yo creo que se recuperó a c a k á en ese partido porque marcó un gol hace de otros dos. Así que yo creo que fue el partido de k a k á Lo que quería decir con ese dato era que últimamente, en las últimas temporadas, el Madrid le tiene cogida la, la medida al Valencia y en cambio con el, con el Barcelona, el Valencia es como si se creciera más. Eso puede ser por el estilo de juego. Sí, sí. Posiblemente. Hay que tener en cuenta que, que el Valencia ahora tiene un sistema de juego、eh, que hemos podido ver en otros partidos. Es bastante parecido al de Real Madrid ahora.、Eh, tienen un contragolpe muy bueno.、Eh, también tienen buen toque de balón. Pero suelen utilizar mucho más a velocidad por las bandas.、Eh, a ver, v a l e n c i a Barana. que Acaba ahí.、Bueno, oh, í gol! ¡Madre mía! De banda, balón p a r a m a t í línea de tres cuartos. Se lo pone、ah, el Valencia. El Valencia en cara a puerta. a c h u t a puerta, soldado! o gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Minuto 29 de la primera parte. El Valencia que r e a c c i o n a Me decíais si podía el Valencia reaccionar. Os dije que sí. Aquí está la m u e s t r a El Valencia que marca el primero en el partido. A chica distancias. Valencia 1, Real Madrid. ¡No! Ahí está, fruto del gol del buen juego del Valencia. p a s e interior para Pablo Hito Hernández. Esto, ahí e de、sí, sí, l、no、rechace. Fue... Ahí el cazagoles soldado.、Sí. Ahí atento el killer. ¿Por qué no estará en la selección este hombre? No, nos lo seguiremos preguntando, pero ahí está. Ahí a ha y un c o n Hay un contrato fijo por ahí por medio, porque si no, no es comprensible que no, Torres, sí,、eh, no、con el bajo、eso. momento que tiene, lleva ya una temporada y media con una, una forma bajísima. Y yo creo que Soldado, incluso Llorente, podrían entrar en la delantera de España, ¿eh? en el 9 de España. Sí, ¿eh? y una IAMERI que lo ha celebrado el gol como un loco, ¿eh? Bueno, sí, bastante, Mal. porque Mal. ve que se acerca ese posible empate, por así decirlo. Y veremos a ver si Valencia reacciona a este primer gol de Soldado. Sí, creemos que sí, ¿no?、Eh, un golito le puede meter en el partido sí, de nuevo. Ya、sí. lo dábamos por sentenciado el partido. Sí,、eh? yo, yo decía que, que a ver q u e si marcaba un gol el Valencia, a ver qué pasaba. Lo decía antes con el 1-0. Ahora con el 2 a 1, con el 2 a 0, como iban antes, ahora estando en el 2 a 1, bueno, pues sí, el Valencia se puede meter en el partido.、Eh, yo creo que todavía hay partido y tal y como se han puesto las cosas, cualquiera de los dos puede marcar un gol ahora mismo. ¿eh? No, le da, le da emoción al partido, sobre、sí. todo al final. Y, y cuidado, que si, que si creíamos que con el 2 a 0 se iba a acabar a lo mejor la trifulca, ahora con el 2 a 1, más tensión todavía、Exacto. porque se acerca el empate o el 3 a 1, quién sabe. Bueno, 1-2、eh, gana el Real Madrid en Mestalla, acaba de marcar el Valencia, acaba de marcar Soldado.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 La Campus en Juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Bueno, vamos a me s t a l l a r á p i d a m e n t e porque hay gol. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Moriño, gol! ¡Moriño en la cepa c a l l e g e r a ¡Esto es el s i g u i e n t g o l r o tranquilo que era! ¡Gol! ¡Del Ravori! ¡Volor en banda derecha para Cristiano h o r n a l d o ¡Y el gol es que sale a la p o g o l escapar sin q i t a r l e la bola al portugués el cual se escola en línea de fondo l a pone de manera magistral por un ángulo que n o d a v í a para poner el tercero en el marcador minuto 34 de la segunda parte valencia 1 real madrid 3 e lindo t u v o i o estuvo cristiano ronaldo porque gusta la salida de diego a l v e s pone el cuerpo así del costado del lado、sí. para que el balón le rebote y salir recto y c ó m o se sube lo v a r b a r c ó m o se sube Mourinho y eso que no, habíamos, eso habíamos dicho se sube encima del delegado de campo el, de... El cual y cual se la creía Callejón?、No. mira mira los dos, m a mira lo, lo, es Callejón, es Callejón os o sea, voy a decir una, una cosa, la imagen de la jornada ya la tenemos sí, la imagen、sí, de la semana、sí, es la de Mourinho y la chepa de Callejón y todos haciendo la misma celebración A, a caballito, bueno, Oye,、eh, Cristiano Ronaldo,、eh, cuando se ha llevado a la pelota, ¿con qué salía? Con el muslo y... Se la ha llevado con la punta de. c o u r a e Con、claro. la, la, el costado. Ha sí. hecho así presión con el costado.、Y、la ha rebotado. Yo, digo, justo se ahí se con te... esa d o m i n a l rara que tiene. Él, pero ha tenido ahí, bastante ahí ha fortuna, la t、bueno. que reconocer. Bueno, pero ha sido un gol y. Sí, sí, un gran gol. Y además, sobre todo, sobre todo lo como se ha orientado y l e ha pegado justo al palo para que entre. Porque había un defensor de l Valencia que no era Ramí. Tapando la orientación del, del tiro y muy bien, muy bien. Bueno, definitivamente. Manera,、eh, cuidado,、pues、espérate. Bueno, b a l ó n en banda derecha para Gonzalo Higuaín. El pipita, pico del área, la p u n i ó entre líneas para Besutos y el vuelo a recuperar la defensa del conjunto del Valencia Club de Fútbol. Minuto 35 de la segunda parte. Valencia 1, Real Madrid 3. Se lo está contando. Onda Campus el juego en sintonía de Onda Campus. Vamos, veremos a ver. Ahora mismo va a salir el granero, el jugador que estaba Hombre, más en, en el Arsenal que en el Real Madrid. m o u r i n h o le va a d a r minutos. Este m o u r i n h o feliz y contento que vemos hoy sobre pestaña. Un partido importante, tres puntos muy importantes que se va a llevar el conjunto del Real Madrid a la muchacha. Balón para las t i a r r a s que se la pone entre líneas para Gonzalo h i Guay. En apertura en banda izquierda a buscando a Besuto. Si、sí, l vuelve a recuperar el conjunto. Del Valencia, círculo central para Miguel. Miguel viendo d u i s a la pasa entre líneas líneas tres cuartos. Buscando el tiro a costa. El tiro a costa. Uno entre cuatro. Recupera bien la bola. El conjunto del rolo y d i s p o n i c i ó n de q u e d i d a q u e d i d a para c r i s t i a n o Raldo. o n c r i s t i a n o Raldo o、oh. n en el carril del 10. Va avanzando. t i c o del área. En cara bien a Miguel.、Madre. Con una línea de fondo. La puede chutar. Y chuta、uh! p o el lado d e Higuaín. No se es capaz de chutar. Sale muy bien. La defensa Víctor Ruiz.、El、providencial.、Pitita. Para impedir que Higuaín marcara. Vuelve a la contra. No se r i n d e el conjunto. De Unay Emery, el conjunto, que, el conjunto blanco hoy que, que tenía un gol menos que el Real Madrid y que a su 1 a 3 ha caído un poquito de agua fría sobre el conjunto de Unay Emery. Vaya, vaya notición que vaya a entrar granero en el Real Madrid, ¿eh? de, lo, lo, sí. de lo poquito que ha jugado, sí, pero como el partido está, vamos a decirlo medio sentenciado porque estamos cerca del. del,、uh, del no sé yo, del, no sé, del, yo, no sé yo, eh. s e n a s t á roto.、No ah, el, el, la, gol, el gol de Cristiano, yo creo, yo este, lo tercero, este tercero le ha dolido mucho. Pero comete, comete un grave error en Madrid, que es en la salida del balón dar pases largos hacia el centro. Hemos visto ahora cómo recuperaba el Valencia ahí en la línea de tres cuartos. A ver, el Valencia. a g o l Valencia! ¡Oh! La... ¡Oh! ¡Oh, no, ¡Oh, ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! l g u é bonito! ¡Vamos! ¡Vamos, selección! ¡Desolado! ¡Si han q u e d l d o de f r e n o e e s q e pase lo decía Pedro a l b e n d o la sintonía de o n d a Campus, perdón en p l derecha, se confía la defensa、Tengo、y n e la bola, iba a salir por línea de fondo, la pone en el primer palo para que se anda de cabeza, llegaron y b a t i e r o ahí con el Casillas, minuto 37 de la segunda parte, Valencia 2, Real Madrid 3! q u é final viene, ya la, la partida de r e a i antes lo dice, macho. <risa> Sí. Pero, pero qué suerte, joder. Capitonisa lo ha d a o Buen o l buen gol. Bueno,、ah, se ha confiado bastante la defensa del Real Madrid que, quería, que creía que esa bola iba a salir.、Es、Pablo el... Hernández la ponía al primer palo para que el zaguero del conjunto del Valencia, soldado que no perdona ni una, metiera su segundo gol en el partido. Es un buen gol porque, primero, el, el jugador que es centro de la pelota、eh, l a ha salvado justo en la línea de fondo. Y luego el remate de soldado también、eh, tiene su di dificultad. ¿eh? Bueno, lo más difícil es dónde e s t a b a c o l o c a d o soldados, ¿no? porque yo creo que cualquier jugador que, precie, chuta、uh, fuerte, cualquier, cualquier jugador que se a r e c h u t a puerta y Cristiano fuera! Porque cualquier jugador que se parece y pierde una barrera, pues、eh, se piensa que va f u e r a y no está ahí. Pero soldado está ahí en el sitio, viene el balón y remata d e n t r o De todas formas, es una jugada muy afortunada porque el balón prácticamente estaba f u e r a y lo han salvado en la línea, justito. Yo, yo bueno, pensaba que se iba. Y fuera, si, o sea. ante, si antes lo d e c i m o s pues fíjate. <risa> Bueno, bueno está. se está poniendo bastante bonito el partido en estos cinco últimos minutos de tiempo reglamentario. Creemos que el árbitro añadirá otros cinco más. Balón arriba para Paulo g r n d e ¡Chuta puerta!、Ah. Vamos a ver si el Valencia es capaz de igualar la contienda. Balón que vuelve a recuperar el Real Madrid por mediación de Albiol. Arriba y v a con Mesuto z i l Divisado Campos para el tiro Costa. Retrasando la bola para Víctor Ruiz. Víctor Ruiz viendo a qué le pasa. Retrasa la bola. Para el conjunto, para la defensa del Valencia, Círculo Central, el t i n o Costa, intentando d e g r e a r la jugada arriba. Las diarraca c o r t a d o muchísimas tareas hoy. El árbitro da、cuidado. la ley de la ventaja. Balón que vuelve a recuperar el Real m a d r i d en mano derecha. Y h a y falta x a v i Alonso. La verdad es que el partido está muy mal para el árbitro. n o Este árbitro que no le gusta evitar faltas n o es Mateo Laoz. Es conocido por q u e por su digamos Su criterio inglés a la hora de evitar un partido. ¿no? Deja mucho jugar. Pero la verdad es que los jugadores no se lo están p o n i e n d o fácil, pita muchas faltas. Y eso no le combina a ningún equipo. Cambio en el, en el. Sale el as. Bueno, pues se va el as del terreno de juego el jugador francés que ha estado incesante durante todo el partido y entra granero un jugador que se le ha visto nada o casi nada a lo largo del año. Bueno, pues ahí está. El Valencia 2,、eh, Real Madrid 3, al final el partido que sí,、eh, salvo esas,、eh, esas acciones que hemos visto de Tangana, al inicio de la segunda mitad, al final el partido sí,、eh, bastante bonito y con goles. Bueno, bastante bonito y con goles. 2-3 en el marcador. Encaramos los 5 últimos minutos de tiempo reglamentario de este magnífico partido que estamos viviendo en directo. Desde Vestalla, Valencia 2. Real Madrid 3 se dispone en banda derecha a sacar de banda el conjunto de Real Madrid de Pechito. Se la d e j a b a el pipito de Higuain. Vuelve a la contra el conjunto de Valencia. ¡Ojo! Está en la frontal del área. Línea de 3 cuartos. Retrasa la bola para el t i n o Costa. Balón para Albelda.、Cuidado. Albelda busca por dónde internarse en el área. La pone en banda derecha para Miguel. Miguel de primera se va de la defensa. Del Real Madrid vuelve a recuperar el conjunto valencianista. Sale la bola por línea de banda, saque de banda favorable al Real Madrid. Hay que ver,、eh, a veces、eh, Miguel. Genera unos desajustes en, en la defensa del Valencia tremendos. Porque sube arriba, pero no termina de tener un criterio, no termina de tener esa seguridad para el cara a cara, para el uno a uno.、Uh -huh. y, y ahora mismo lo hemos visto. Ha perdido la pelota y con posibilidades de c o n t r a g o l p e por parte del Valencia. a el Valencia, n t e el i n t e v a l v n a v i c a n i a v i c a n a l e n i a a n el i a v i e t i e n e l a puerta! Oh, oh. ¡Gasilla! a Se quejaba m a t í a porque venía solo por banda、sí. izquierda. ¡Aduriz que se llenó de gol! Y no se la puso a su amigo y jugador francés, Matías, que venía solo y que podía haber igualado la contienda. Balón ahora la contra para el Real Madrid. Balón en el minuto 42 de partido. Falta favorable a los valencianistas que rápidamente sacan buscando ese milagro, ese punto que tan u i n s a l b r i t Que también sabría para los de Una i Emery, balón arriba en banda derecha,、Cuidado. la ponen en el punto de penalti y el Madrid que está sufriendo por momentos, Samuel. Bueno, sí, sí. Pase, pase lo que pase, salvo, salvo catástrofe, el, el Madrid o sea, conserva el liderato, tiene 28 puntos. En caso de que, como mucho, le empatara el Valencia, se quedaría con 29 y el Barcelona no lo alcanza, o sea que por eso. Pero sí es verdad que un partido, partido bonito y partido intenso que, que, que, hombre, que gustaría mucho llevárselo y más que lo tiene en la mano, claro. Bueno, v a l e n que、eh... va a sacar de banda el conjunto del Valencia. Ahí está una de las últimas ocasiones de este tiempo reglamentario. Valor atrás para Víctor Ruiz. Retrasa la bola para, para Ramí. Ramí va a c h u t a r a puertas del día、oh. tres cuartos por、uh. encima, muy alejado、uh. del travesaño de Icker Casilla. s o c e o que el Madrid está cometiendo un grave error que es no aguantar la pelota. O sea, tienes el, partido, tienes el partido que lo vas ganando. Aguanta la pelota, toca la. El Valencia te va a presionar, lógicamente, porque es el que va perdiendo. Pero yo creo que ahora mismo, Casillas, cuando ha parado el, tiro de, el último tiro de Aduriz, más claro, yo, ha tenido la oportunidad de soltarla en defensa y tocar un poco.、Pues、es es un equipo que tiene técnica y calidad para tocar la pelota. No puede de... pero, pero no、salir. lo saben hacer, no tienen la costumbre. No sé, yo creo que pueden tocar en defensa, pueden tocar en el medio del campo, saben jugar al fútbol, son jugadores de fútbol, leche. No la sé tocar yo, la saben tocar ellos. Que toquen el balón, que van ganando. No, ojo Yo creo que lo que, lo que le o q u l está e pasando al Madrid es que. Está abusando muchísimo del balón por alto, está buscando muchísimo a Cristiano, está buscando muchísimo、claro. a Iwain a b e n z e m a Y está perdiendo muchísimo. Y está、balón. perdiendo muchos balones y en una de esas te coge el Valencia y vamos. Bata、bueno, partido. Mourinho en el banquillo expectante se ha sentado al lado de. Mourinho está nervioso. ¿sí、por a b l a y torcaranca, si、sí. tú crees. Ahora mismo está nervioso. confirmado、sí, sí. que se ha bajado、sí. de la chepa, de Callejón. <risa> Él decía que tenía que ganar todos los partidos.、Eh... Sí, pero lo que o sea. decía antes Petro, que salvo catástrofe, pero es que el Madrid prefiere llegar al partido del Clásico Hombre, con eso. Está、puntos. claro. Y ganar claro. un Valencia hoy、eh, le va a llenar todavía un gol. Es un gol p encima e de la mesa. Y, es desde luego que sí. Es lo que dice Petro, es un gol p encima de la mesa y llegar al Clásico con tres puntos por encima del Barcelona. Eso da una tranquilidad impresionante a l equipo. Si, y si, quita, te empata, si, te empata el, si, si consigue empatar el Valencia, habiendo, habiendo ido 3-1 en el marcador, también、la、le pinta es que la cara. Te moraliza, le pinta bastante、no、la cara. No ha terminado, pero. Pero、ojo. bueno, ojalá y gane y. No, está, está、oh, bien, ojalá empate el Valencia.、No. Vamos, vamos, José e Miliano, cuéntanos. Bueno, último minuto de esta segunda parte. Jugada peligrosa en banda derecha. Falta que hizo la zaga d el r e a l m a d r i d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 s í s í está fuera de juego si、sí, si、sí. bien anulado si si estaba c o m i e n d o un soldado Madre mía, estaba, estaba Madre, cuatro minutos, minutos canales, cuatro no, huele a pañal aquí en el estudio De marcador subir al Un gol que hubiera puesto las cosas ya difíciles al Ramón e d i t puesto que el Barça se hubiera c o l e j a d o como líder esta noche.、Sí. Últimos cuatro minutos de partido. Se lo está contando en directo Onda Campus de juego. En sintonía Onda Campus. El Valencia no se va a cansar. Que va a buscar ese puntito. Que va a buscar ese empate. Y veremos si lo consiguen estos próximos cuatro minutos. Pues lo ha tenido. Sigo diciendo que el Madrid está cometiendo un error. Por favor, que aguanten la pelota y toquen. Mira, otro balonazo. Otro balonazo es que. No sé qué sentido tiene jugar así cuando estás ganando está el partido. Tota la pelota, juega con tranquilidad. El que está、partido. perdiendo es Valencia. u un partido muy fuerte en la primera parte y se ha ido desinflando. A lo largo del mismo, yo creo que se ha despistado con el primer cambio. Porque con... yo, Lázaro, te quiero decir:、eh, si el Madrid hace eso, es por. Y、sí、le puede,、oh, tiene activadores. Y le puede, le puede. Balón para Miguel Capura, línea de fondo. Le pone el primer palo, sale por línea de fondo. Saque de puerta para Ramadicio.、Oh, bueno, bueno, otra, otra, otra. ¿eh? Sí, sí. Soldado ahí entre、Pavo. los centrales, con Sergio Ramos, con Pepe. Yo creo que esto、ahí. no le conviene al Valencia, porque es, que es el que va perdiendo. Mira, mira, mira, mira. No, pero. <risa> b u e n o pues estamos en tiempo de descuento. ¿Cuánto le queda al partido, Arena? Bueno, dos minutos y medio es lo que resta para que Tisera Vitienes pite el final de este partido. Algunas veces, bonito, otras veces, con demasiadas tangadas que, como dice Lázaro, no conviene al Valencia, puesto que lo que le interesa es que fluya el juego y que se cree n las ocasiones. Decía Tisera Vitienes, y yo convencido que era mi ateo n la hoja e que pitaba. Perdón por el error. p a r nada. p muchas veces, claro. i e l l t i e n e s es un árbitro también que no le gusta evitar muchas faltas, también deja bastante jugar y no conviene. No conviene no, y no un partido、sí. difícil. Sabemos de más. p o m o s aguantar hasta el final、eh, con el partido, con lo que nos cuente Josemiliano Barrena. Bueno, el Real Madrid que está intentando perder un poquillo de tiempo al sacar de puerta. Balón arriba que intenta controlar Cristiano Ronaldo. Ahora, izquierda ahora, esos son. v a m el 48, pico del área. La buena pura línea de fondo. Balón para、uh, Alves. Ahora, que ahora. va a sacar rápidamente. Le quedan 2 m i n o s Al conjunto de Unai conjunto Emery, el de Valencia, Unai Emery... Con sus, con sus típicos gestos en el banquillo, m o u r i n h o sentado bastante serio. Balón para、Hay、la defensa、tiempo. del conjunto de l Valencia que está intentando de que se abran las bandas. Ahí tiene la bola Jonas González, va a intentar abrir las bandas. Balón para Miguel, Miguel que tiene metido atrás al Real Madrid. Balón en banda derecha. Bueno, pues ahí estamos、eh, a punto de finalizar el partido. Gana el Real Madrid、eh, 1 a 3. Jobalón、eh. arriba ahora mismo para l l e r a r a g o n s a l v o Baja abajo, pie derecho. m a t i é e s c o l a d o en banda izquierda, el mejor jugador. A mi forma de pensar del conjunto valencianista, balón para Cristiano r a l d o balón para o z i l perdón, divisora de los dos campos, la、oh, quería poner de p r i m e r a para Chavalón, se vuelve a recuperar en la medular el conjunto del Valencia. Abajo tiro Costa, falta favorable al conjunto Che. e、ah. Yo creo Además, que me, me, sorprende, me sorprende que el Madrid esté sufriendo tanto por arriba, n o con los centrales como con Sergio Ramos y Pepe de central. No, amarilla para l s dos c o s e sorprende muchísimo. Galero, que,、eh. que le echen amarilla a m a r i l l a a Galero, bueno. Decía que me sorprende muchísimo que el Madrid esté sufriendo tanto、eh, no, con, no, no, no. con Sergio Ramos y, y Pepe Centrales, porque son do, dos jugadores que saben sacar bien el balón por alto, ¿no? Y no, no le veo por qué. Ojo, arriba b a l ó n para el Valencia,、Mira. saca bien Pepe la bola del área de Icker Casillas, medio Yo, minuto para que concluya el partido. Aquí en Vestalla,、eh. Valencia 2, Real Madrid 3, minuto 3 y medio de la. De la prolongación que puso Tisera Vitiene rápidamente saca m a t i é m a t i é s e la pone al tiro, Costa en banda derecha.、Wow. Quiere falta, no hay falta arriba. Saca la bola el Real Madrid.、Bien. El colegiado que pita,、Frank、saque de banda. Sí,、eh, le queda ya nada, le queda muy poquito al partido, pero cuidado.、Eh, ah, bueno,、Vamos、falta,、sacar. pitado falta. ¿no? Sí, pitado falta, pues、eh, tiene su peligro porque Bueno, posible, pues、eh, hemos llegado a la eh, conclusión eh, de este tiempo reglamentario. Y con e s、sí. va a ser la última oportunidad、Puerto、para el conjunto con,、eh. valencianista. u n a i Emery que se tira de los pelos. Mourinho e x p e c t a n t e Veremos a ver qué ocurre. Último minuto, último segundo y a de partido. Última acción. Se dispone el Tino Costa a botar la bola en banda izquierda. Todo el Real Madrid metido en el área de i k e r Casillas. Ahí va Tisera Vitienes que dice p a ñ a Paz. La pone arriba e l segundo palo de c a b a l a de tiro! o a r a r g u e r o ¡Vamos de tiro! o a conjunto del Valencia! a a g u e r o a r g u e r o a r i a g u e r o a r r g u e r o a r r g u e r o a r g u e r o a r g u e r o a r g u e r o ¡Arguero! ¡Arguero! ¡Arguero! ¡Arguero! ¡Arguero! o Y dan córner para el conjunto. ¡Antrao, antrao! No, no, no, pero, pero no, pero、sí, para sí, no. no、a ver, no. Yo creo que s i l l ha parado, Está pidiendo golpes con el árbitro. A ver, a ver. No, no, ahí no se ve. ¿Qué se.? ¡Ha sido mano! o s í sí, es mano! o、uh, No, pero Madrid, es completamente re... No, es Y es clara porque la coge en el suelo. Penalti que no ha pitado Tishena v i t i e n e s Penalti que bueno, hubiera dado la u e mano. No, no, a mí me parece. Me parece. Voluntaria <ríe> e s t a r en el suelo. Le dan el... o es que no, no, no, no no, no, sé, Yo creo que No sé me、no. hasta qué punto es mano,、no、¿eh? A los v o l u n t a r i a El córner arriba sube ya, hasta el, el portero de a l i a b e s Final del partido. o j u g a d o r e s a la bocada de vestuario! ¡Se comen al árbitro! ¡Real Madrid! Se come、Valencia、el árbitro,、dos. Barrena. Diego Alves se come el árbitro. Valencia 2, Real Madrid 3. Bueno, pues ahí está el partido finalizado. Gana el Real Madrid, pero、eh, Barrena, me quedo contigo porque es que están ahí los jugadores increpando al árbitro. Se de lo comen, ¿eh? se lo comen, bueno, Barrena. Increpando la última jugada, se lo c o m n se lo comen, Barrena. s lo c m e n se lo c o m e se lo c o m e se lo comen. Se lo comen, e lo comen, se l c o e n se lo comen, se lo o m e n se l m a d r i d p r e v i s i b l e m e n t e d i c e n q u e se v a y a n t o d o s lo s j u g a d o r e s a v e s t u a r i o s t r e s p u n t o s q u e s a c a lo s d e m o u r i n h o e l r e a l Madrid d e m e s t a l l a Yes, go!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 Onda Campus el juego con Samuel Hernández y Mario Moreno. Seguimos aquí en Onda, Onda Campus, volvemos cuando se están retirando los jugadores de Mestalla. José Meliano Barrena, te,、eh, nos quedamos contigo para que nos d i g a la mejor jugada del partido y el mejor jugador. Bueno, pues la mejor jugada del partido. Esa propia que h a c í a Cristiano Ronaldo en banda izquierda. Carril del 10, s a l í a por Uvas. Diego Álvarez apuraba línea de fondo y sin ángulo alguno marcaba el tercero para los de José m o u r i n h o Esa fue la jugada con sabor. Bueno, pues ahí se han retirado ya los、eh, jugadores de ambos conjuntos.、Eh, sin más discrepancias para el árbitro, porque al final se han echado todo el conjunto valenciano al, a t e i x e r a Vitienes. Cuéntanos, Barrena, alguna última cosa más. Bueno, pues por parte de los dos equipos, los mejores jugadores, por parte del Real Madrid, ese Karim Ben z e m a que estuvo interesante en la primera parte, un poquito más irregular en la segunda parte, por tanto, el mejor jugador de la segunda parte ha sido, yo creo que Cristiano Ronaldo, por parte del conjunto valencianista, el bigoleador soldado. Te beso. Te beso. Te beso. Esa es e n t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 Bueno, pues、eh, antes de hacer esa ronda final de las 12 en punto,、eh, volvemos a conectar con José Emiliano Barrena en Mestalla、eh, para explicar la, así una crónica rápida del, del partido que hemos vivido, intensísimo en muchos aspectos, no solo en, en, en goles, en fútbol, sino también en jugadas, muchas,、eh, mucha polémica también ha habido. Bueno, pues resumir directamente el partido: una primera parte en la que el r e a l m a d r i d tuvo la batuta, la mayoría de la primera parte, una segunda parte en la que los primeros 10 minutos, 15. Estuvo bastante bien, pero en el momento reaccionó el conjunto valencianista, el conjunto de Unai Emery, con esos dos golazos del soldado. Y estuvo a punto en el último minuto, si lo hubieran pitado ese posible penalti, de darle la vuelta al marcador. m o u r i n h o que se mostraba muy contento hoy por los tres puntos conseguidos en Mestalla. Veremos a ver lo que dice en r u e d a de Prensa. Sin más, chicos, me despido de Mestalla. Un abrazo. Bueno, gracias, José Emiliano, por la retransmisión. Hemos vivido un partido i n t e n s í s i m o Y nos quedamos. Con esa imagen final de, de José Mourinho, ¿no? Ahí encaramándose en l a Callejón. Esa imagen del sí, partido. Esa imagen, bueno, viene, viene a raíz del, del tercer gol, que es cuando el Valencia todavía no había marcado el segundo. Si llega a producirse justo al final del partido, lo hubiéramos entendido, ¿no? Porque la verdad es que el Madrid ha sufrido muchísimo. Ha sido un partidazo, ¿no? La verdad es que ha habido de todo. Ha habido una primera parte para el Madrid, una segunda para el Valencia, mucha polémica, bastantes goles, mucha calidad. El gol de Seiso Ramos a mí me ha parecido el mejor del partido, compromiso de Cristiano Ronaldo. Y bueno,、eh, la polémica final del partido, el penalti. Bueno, para mí no es penalti por una sencilla razón. Está en el suelo, el jugador le rebota el balón. No sabemos todavía dónde, eso es lo primero. Pero brazo, al final, e s t á en el suelo rebota, y el jugador no, no hay voluntad r no hay voluntariedad.、Sí. Entonces, yo no veo penalti. e n t r a n d o en los aspectos técnicos del partido. Bueno, la primera parte del Madrid yo creo que ha dominado de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque x a v i Alonso y Lás se han, a, se han aliado bastante bien en el centro del campo. El uno sabiendo atajar muy bien las salidas del balón del Valencia y el otro sabiendo repartir muy bien el fútbol entre su equipo y ahí es donde b e n z e m a pues mejor sabe aprovechar esas oportunidades. El Valencia en la segunda parte, pues bueno, se ha aprovechado del bajón físico del Madrid y ahí ha sido cuando Tino Costa ha tirado de, de orgullo y soldado ha aprovechado muy bien las oportunidades que ha tenido. Y bueno, el gol de desafortunado de Cristiano Ronaldo, que d a n i a l Vesale s a Purubas, y yo creo que eso ha sido lo que ha matado el Valencia con permiso de la última jugada. Bueno, ¿algo que decirnos contra los compañeros Pedro Mendro y Mario Moreno antes de irnos de ronda? Bueno, sí, del partido, la verdad es que partido igualado, la, es lo que yo creo. El, el Madrid con mucha más pegada y mucho más e m p a q u e como equipo. El Valencia un poquito blandito en, en defensa. Pero que, que, que en, ningún momento, en ningún momento dio por perdido el partido, y, y si no fuera porque, porque Dios no ha querido casi, hemos visto ahí al final un posible penalti, una jugada que ha ido al larguero, o sea que un partido igualado que se lo ha llevado el que más, el que más, ha tenido cara, el que más suerte ha tenido de cara a puerta. Y, y me voy con una reflexión、mmm, que quiero que, no sé si, si queréis responderme: que este, ¿este Real Madrid que hemos visto hoy le puede ganar al Fútbol Club Barcelona? Pues... Bueno, yo, yo、eh, soy el siguiente que iba a decir. Tiene que de ser rápido,、cositas. Mario, ¿eh? y luego sí, para、tranquilo. el debate final e s t o y <ríe> tranquilo, pero yo me enrollo. <ríe> bueno, pues、eh, sí, d e luego yo creo que va a encarar. Va a ser un partido muy competido, como todos los que hemos visto desde la era Mourinho. Pero se va a ver un Real Madrid diferente. Yo creo que mucho más armado, con más velocidad en la transición de la pelota. Y eso era.、Eh, yo creo que su error el año pasado precisamente era ese, el que no tenían trabajada esa transición como ahora sí. Entonces,、eh, yo creo que va a ser un partido atractivo para el espectador, a no ser que pase lo de hoy, ¿no? Que se caliente los jugadores y pase lo que s e a Bueno,、eh, en cuanto a lo que es el análisis del partido, como bien ha dicho el señor r á z a r o pues、eh, la primera parte ha sido para el Real Madrid y la segunda ha sido un poco más.、Eh, Tosca、eh, por, por parte de los dos equipos porque han entrado en un, en un contexto de lucha、eh, física que no, que no viene a cuento de nada. Pero está claro que el Valencia ha mejorado bastante la segunda parte. Es una cosa que es evidente. Y de ahí ese resultado 3 a 2 y con posibilidades de incluso haber empatado a última hora. Yo quiero destacar la, la gran labor de m a t i e u Hemos estado hablando durante todo el partido. Quiero destacar también、eh, lo bien que ha jugado soldado, lo bien posicionado castado, el oportunista que ha sido, lo luchador que ha sido. Y, y Sergio Ramos.、Eh, Sergio Ramos una vez más se、eh, reivindica como el central. Eh, a seguir en, en el Real Madrid es el central de España y el central de Real Madrid, sin lugar a dudas. Bueno, pues ahí están las reflexiones de mis tres compañeros aquí en la mesa.、Eh, después de la ronda informativa, lo haremos un poquito sobre esa reflexión que ha dicho bien Pedro: si a día de hoy el Real Madrid puede ganar al Barcelona. Comentaremos un poquito eso, pero antes, nos vamos de ronda. Bueno, pues vamos con la primera división. La jornada que se ha jugado hoy sábado de la d é c i m o t e r c e r a empezaba con el Villarreal-Real Betis y finalizado el partido 1-0 con gol de Borja Valero. El siguiente partido, el que c o m e n z ó a las 8, ha terminado con 4-0 del Barcelona-Real Zaragoza, con goles de Gerard p i q u é Messi, p u y o l y Villa. Y el partido que ha finalizado hace unos momentos, el Valencia-Real Madrid, 2-3 es el resultado final, dos goles de soldado. Por parte de l Real Madrid marcaron b e n z e m a Sergio Ramos. Y Cristiano Ronaldo. Recuerdo que ya para la jornada de. Bueno, hoy domingo, porque ya son las 12 en punto.、Eh, a las 12 de la mañana, Real Sociedad Español. A las 4, Sporting Getafe. Osasuna, Rayo Vallecano. A las 10 de la tarde, Sevilla Athletic Club. A las 8, Atlético Madrid Levante. A las 10 de la noche, Granada Mallorca. Y el lunes, a las 9 de la, las 9 de la noche, se cierra la jornada. Con el Racing Málaga. Bueno, la clasificación momentánea、eh, está claro que no está terminada porque、eh, faltan todavía los partidos de mañana. Pero el Real Madrid es líder con 31 puntos, el Barcelona segundo con 28. Ahí están los 3 puntitos de margen. El Valencia. Se va a quedar tercero con 24 puntos. Y de los otros dos equipos que han jugado esta tarde, el Villarreal va a escalar hasta la décima posición con esos 14 puntos. El Betis que se queda también por ahí entre el 12, en el, entre el 12 puesto y el 13. Vamos ahora a la segunda división en la Liga Adelante. Resultados ya finalizados. Ayer viernes, g i n a s t i c 0, Guadalajara 0. Hoy sábado a las 4 comenzaba. El Real Valladolid Villarreal y i l l a Real r B ya t e r m i n a d o con el resultado de 2 a 1. Más resultados, Pedro Almendro. Real Murcia 0, Barcelona B2, Numancia 1, Huesca 1, Girona 1, Sabadell 1, Córdoba 3, Alcorcón 1, Celta de Vigo 0, Hércules 1, Alcoyano 2, Recreativo de Huelva 1, Las Palmas 0, Jerez 0. En la clasificación, el Hércules sigue líder con 31 puntos. El, el, Vallado, el Córdoba asciende hasta la tercera posición con 25 puntos y por abajo el Girona sale, sale del descenso con 12 puntos. Recuerdo que para mañana,、eh, el, bueno, para hoy, día ya domingo que ha empezado, a las 12 del mediodía se juega el e l c h e Deportivo de La Coruña y a las 8 se cierra la jornada con el Almería Cartagena. Vamos ahora a la segunda división, bre, grupo 4, equipos extremeños. Solo un equipo extremeño ha disputado hoy su partido, Lázaro. Así es, ha sido el v i l l a n o v e n s e que ha ganado 2-1 al Sevilla Atlético, Samuel. Y mañana a las 12 del mediodía tenemos el Sporting de v i l l a n u e v a que disputa su partido contra el Cacereño. A las 5 de la tarde tenemos al Lorca, al Lorca Atlético contra el Badajoz. En tercera división, r e c o r d a m o s resultados, Mario Moreno. Efectivamente, señor r á z a r o en la jornada 14, Sociedad p o l i d e p o r t i v a Villafranca 1, Plasencia 1, Miajadas 1, Moralo 0, Santa María 1, Hernán Cortés 1, Val de la Calzada 3, Chinato 2, Jerez 3, San Vicenteño 0, Arroyo 2, Atlético San José 1, Don Benito 1, d i e t e r Zafra 2, Extremadura 1, Mérida 0, Pueblo Nuevo 4, Badajoz 5. Veamos ahora a las ligas internacionales, empezando por la Premier League, con los resultados que ya tiene preparados Mario Moreno.、Eh, tenemos el s w a n s e a 0, Manchester United 1, Everton 2, Wolves 1,、eh, Manchester City 3, Newcastle 1, Stoke City 2, Quick Park Rangers 3, Sunderland 0, Fulham 0, w e s t b r o m 2, Bolton 1, Wigan 3, Blackburn 3, Norwich 1, Arsenal 2. Y tenemos como líder el Manchester City con 34 puntos y el Manchester United le sigue con 32. Vamos ahora a otra liga, vamos a la italiana. Solo tres partidos han jugado hoy y nos va a decir los resultados p e d r o Almendro. El Inter de Milán jugaba a las seis de la tarde con el Cagliari, ha ganado 2-1、eh, y se pone en la decim decimosexta posición por abajo de la tabla. A las nueve menos cuarto jugaba el Napoli l a z i o que ha quedado 0-0 con el líder del calcio, que tiene 22, 22 puntos. Y detrás de él, el m i l a n que es próximo rival del Fútbol Club Barcelona, que ha quedado también 0-0 con la Fiorentina. En otra liga, vamos a ahora a Alemania.、Eh, algunos partidos que se han jugado, sobre todo el, de, el que hay que destacar es el del Bayern de Múnich con el Borussia Dortmund. Lázaro. Así es, Samuel. Disputado a las 6 y media en el estadio a l i a n z Arena, el Bayern de Múnich ha cedido 0-1 contra el Borussia de Dortmund. Pero eso no le hace perder el liderato, ya que se mantiene primero de la liga, 28 puntos, seguido del Borussia Dortmund y el Borussia de m ö n c e n g l a d b a c h con 26. Partidos jugados a las 3 y media, a excepción del Colonia Mainz, que ha quedado aplazado. Friburgo 0, Hertha de Berlín 2, Borussia, m ö n c h e n g l a d b a c h 4, Werder Bremen 0, Salke 4, j ü r e m b e r g 0, w o s b u r g o 4, Hannover 96, 1. Recordamos, Liga Griega, p a n a t h i n a i k o s sigue líder, t a s e m Platar a 1 con el Olympiakos. Más ligas internacionales, ahora nos vamos hacia Holanda. ¿Cómo han quedado lo, en la liga holandesa todos los partidos, Pedro? En la liga holandesa el Ajax ha empatado a dos con el Breda en los minutos finales. El g e r e n b e n uno.、Eh, Walgik u 1, h e r a c l e s uno. Twinty u n o n i j m e g e n uno. Roda dos. y g a t s a p uno. PSV tres. Y ahora nos vamos a la liga de Francia. Así es, Samuel, partidos disputados ayer por la tarde. El Lyon perdió 1-2 contra el Rens, n e Toulouse empató a 0 con Lille y disputados hoy. Dijon 2-0 contra el, el campeón, Giro 10 de Burdeos, Niza que acabó con tres expulsados pierde 0-2 contra San Etienne, Evian Zonon ganan 2-1 contra el l o r i e n t Ajaccio empate a 2 contra el Caen y Montpellier 1-0 contra el Olympique de Marsella. Mañana a las 5 tendremos el Valenciennes-Sauser y el Stade r de Thoua, s o c h o s A las 9 de la noche tendremos París-Saint-Germain contra Nancy. Bueno, quiero, re quiero recordar a los oyentes que、eh, el rival de Real Madrid, el d i n a m o de Zagreb, de Croacia, vencía por 0-3 al, al RNK Spree. Se enfrenta esta semana al Real Madrid en Champions. Y otro rival de, de algún equipo español, el Valencia, el Jeng, ha ganado 3-0 al Westerlo belga. Vamos finalizando la ronda, pero antes tenemos que pasar por dos deportes. Primero, el baloncesto. Mario Moreno. Pues sí, hoy hemos tenido dos partidos. El que se jugaba entre el Fuenlabrada y el Gran Canaria, con suertes diferentes. El Fuenlabrada ganó por 69, el Gran Canaria 65. Y luego el Vizcaya 67, Cajasol 75. Y recordar que este partido tuvo el Vizcaya con, ganando todo el partido y el Cajasol pegó un arreón al final. Ganando por 75 puntos. Así que, Vizcaya 67, Cajasol 75. Y finalizamos el último deporte a destacar de esta jornada de sábado,、eh, la jornada 10 en la Liga Sobal de Balonmano, con Lázaro Caldera y Pedro Almendro. Comenzamos con Academia Octavio 22, Fútbol Club Barcelona i n t e r e s p o r 35. Antequeria de Mar León empate 24 puntos. Huesca 20, Torrevieja 23. c o a v i t Guadalajara Balonmano 23, Balonmano Atlético de Madrid 39. Caja 3 BM 32, Alcer Puerto Sagunto 23. Balonmano Ciudad Encantada 29, f r a n k i n Balonmano Ganagers 24. 4 Rayas BM Valladolid 30,、Mat、Naturhaus La Rioja 30. Y en el partido de la jornada, Maya s p o r San Antonio empate 28 con el 20 a Naitasuna. En la clasificación, el i n t e r e s p o r Barcelona Tiene 20 puntos y es líder, y va seguido del Atlético de Madrid con 18 puntos. Pues eso es todo lo que ha ocurrido en la ronda de jornada de fútbol en sábado. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida comentamos un pequeño resumen, una pequeña crónica de cada uno de lo que ha ocurrido hoy sábado. Vamos a una pequeña despedida así del programa, pero、eh, la despedida tiene que venir acompañada de una reflexión. Y Viene muy bien、eh, la reflexión que ha hecho antes Pedro Almendro, porque、eh, una pregunta que ha saltado bien a los compañeros y es motivo de, de, pre, de prestar atención ahora a, a esa información, ¿no? El Real Madrid ha ganado el Valencia. Eso significa que、eh, sigue estando en un gran estado de forma. Hoy ha jugado también muy bien, aunque en algunas c a s a s del partido el ha Valencia ha sufrido mucho. el, el, el, Val Val Val sí. Sí, el Valencia、eh, ha r e m e t i d o muy bien contra el equipo blanco. Pero ya es hora de irse preguntando, aunque todavía queden dos o tres semanas. Pero ya está cerquita hasta el caer el, el gran clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.、Eh, amigos, ahora mismo el Real Madrid está. Pude ganarla e l Barcelona,、eh, pude estar ahora mismo por encima un poquito del Barcelona.、Eh, ¿Qué opináis? Las redes sociales también están opinando, pero quiero que vosotros、eh, deis esa pequeña explicación. ¿Cómo veis el、sí. Real Madrid ahora? Bueno, pues el Real Madrid a día de hoy, yo lo comentaba anteriormente, yo creo que el Real Madrid está a la altura del Barcelona a día de hoy. Su juego es muy rápido, lo, lo he vuelto a decir,、eh, las transiciones son muy rápidas, el medio campo es、eh, velocísimo, x a v i Alonso tiene una visión de juego espléndida. Y además tienes a h í a o s i l tienes a Kedira. Es que tienes, una, eh, tienes eh, un Real Madrid muy bien equipado en medio del campo. Y arriba ya no te quiero decir. O sea, arriba tienes a un Cristiano Ronaldo inspiradísimo. Tienes a Iwaín, que es el máximo goleador de, de, de Europa en cuanto a minutos jugados. O sea, tienes un equipo bastante a la altura de las circunstancias. Y me refiero a que competitivo contra el Barcelona. Bueno, competitivo contra el Barcelona, el Barcelona que también ha ganado hoy 4-0, que la, también lo ha hecho bien, por lo tanto la liga vuelve a ser de dos, de、mm. los dos de siempre, del Real Madrid y del Barcelona. Hemos tenido esas jornadas ahí con el Levanta Arriba y van a llegar seguramente los dos como, como líderes,、eh, con esa diferencia o no de los tres puntos, dependiendo de cómo llegarán, si llegarán con esa ventaja o llegarán igualados, eso ya se verá.、Eh, Lázaro, ¿alguna opinión? Bueno, yo antes que、eh, dar o alguna opinión a lo que propuso Pedro, antes de que fuéramos con la ronda, quiero dar los datos después de esta victoria en me Mestalla. El balance de partidos de m o u r i n h o con el Madrid son, hasta ahora, que son 50 jugados, son de 39 victorias, 6 empates y 5 derrotas, con 144 goles a favor y 42 en contra. Se convierte así Samuel en el segundo mejor entrenador en la historia del Real Madrid. Bueno, n ú m e r o s brutales. ¿eh? Unos números brutales por un entrenador que solo lleva 50 partidos de liga. Bueno, quiero responderle a Pedro. ¿Por qué el Madrid puede ganarle al Barça y creo que lo va a conseguir? Muy sencillo. No solo porque esté mejor este año, sino porque el Madrid no va a jugarle igual al Valencia que le va a jugar al Barça.、Uh -huh. ¿Por qué? El Madrid el año pasado jugó un partidazo de Copa del Rey que además ganó, y creo que ese fue el mejor partido que le he visto yo al Madrid contra el Barça en muchísimos años. Que partidos... llevo viendo fútbol. p e r d o n a Pedro. Y, y creo que el Madrid-Barça de este año va a ser emocionantísimo en cuanto a nivel de juego y en cuanto a tensión, que es lo que nos ha ofrecido siempre. Pero creo que este año el Madrid llega mejor en cuanto a jugadores y estado de forma de ellos, mejor en, cu a, en cuanto a t é c n i c a y t á c t i c a mejor de moral que lleva tres puntos de diferencia. Llega mejor en todo. El Barça tiene un equipo que son 24 jugadores en la plantilla, están todos cargadísimos de, cargadísimos de minutos, y yo creo que. El Madrid lo tiene de cara para ganar este año. Mejor que el año pasado, que ya lo tuvo, sí, y no nos metamos en polémicas de lo que pudo pasar o no, y por qué g a n a d y por qué no. no, no yo creo que... Pero este año el Madrid、sí. lo tiene de cara. Sí, yo opino igual. ¿eh? Bueno, no, no quiero pegar de, de barcelonismo, porque precisamente yo soy de Arletti Bilbao, o sea que. Yo soy del Madrid. Del Barcelona no, no voy con ellos, pero lo que pienso es que el único partido que le ganó el, el Madrid el año pasado al Barcelona fue a 120 minutos. Y eso repercutió mucho el físico. El único、aparte. partido que le ganó el Madrid al Barcelona fue a 90 y fue la Copa del Rey. ¿A 90? Sí. í、no, la no, Copa d e l r e y La Copa Ah, bueno. Pero un no, no son, un、no、es un partido. No No es una eliminatoria con una semana de descanso por el medio. No. Pero un partido de ligas a 90 minutos. Y yo sé que cada partido es un mundo y que el Valencia no es el Barcelona y que el juego que desarrollará no será el mismo porque precisamente el rival no es el mismo. Pero. Pese a que tengan muy buen equipo, pese a que tengan un buen estado de forma y, y que estén de moral altos, yo creo que el Barcelona, por el fútbol que desarrolla, por, por lo que sea, tiene、eh, lo suficiente como para、eh, hacerse con el Real Madrid. Yo creo que es el tópico de siempre que, que están estos dos equipos, pero. Eh, yo pienso que, sobre todo con lo que hemos visto hoy, que iban 3-1 y podían haber finiquitado el partido, un vale, te coge un Barcelona con un 3-1 y con esa actitud. c l o eso es que lo que siempre pasa, es e de repente si te r d o n a p e r d o n a un momento. Sí. Te coge un Barcelona con esa actitud, con un 3-1, y, y oye, ojalá consigan meterle un 3-1 al Barcelona, pero yo no lo veo posible. Bueno, yo a día de hoy, perdona si interrumpo alguna opinión más, yo a día de hoy veo al, al Madrid bastante por encima del Barcelona en el aspecto físico y es lo que m á s importante en un partido de ese calibre.、Uh -huh. Está por encima.、Eh, el Barcelona tiene jugadores buenísimos. No hace falta meterse en más historias porque son mejores técnicamente. Pero en un partido de este calibre, son 90 minutos que estás a plomo desde el minuto 1 al 90 y tantos que quiera añadir el árbitro. El Madrid gana físicamente al árbitro, al, sí, pero... per, al Barça, perdón. Y yo creo que ahí no hay discusión. <risa> sí, el balón, la... En los balones aéreos gana el Madrid. En los choques, ganó el Madrid. ¿Qué pasa? El año pasado y lo que, está, y lo que pasa ahora, y ya es que me, me cabrego un poco estos debates por esto. ¿Qué pasa? Que se está, no, instaurando, no se está instaurando la opinión de que es que, claro, el Barcelona es el mejor equipo porque juega un fútbol de toque, patatí, patata. ¿Qué pasa? Te viene un equipo como el Madrid, que es un equipo que sale a la contra, vale, sale a la contra, es otra forma de jugar al fútbol y es eficaz. Y es un equipo físico. Y, y juega un partido como el que jugó el año pasado en la Copa del Rey, donde se juega al choque, se juega con patadas, es fútbol, es deporte y gana. Y ya está. Y llega, la, y llega la Champions y pierde. ¿Por qué? Porque hay un árbitro que pita más faltas que las que no pudo pitar en la Copa del Rey. Así de claro, lo digo. Así de claro. Y en un partido físico el Madrid gana porque tiene mejor físico que el Barça. Ahora el Barça puede tocar todo lo que quiera. Que toque el balón. Bueno, pues eso se verá el sábado ya, 10 de noviembre. Eh. Al, ya, hay, ya hay fecha y hora del partido, será a las 10. Intentaremos contárselo aquí también, En, en, fuera, de, en fuera de juego, en Honda Campus. También、eh, estaremos haciendo las previas del partido. Y bueno, señores,、eh, ha estado muy bien el debate, me ha, me ha gustado、eh, a nuestros oyentes también, seguro, pero ya nos vamos a tener que ir marchando. <música> Bueno, ya estamos llegando al final y no está mal, ¿eh? porque desde las cinco y media que hemos empezado, ya está bien. ¿eh? Y, desde sí, antes, y desde antes, preparámoslo. <risa> y desde antes, la verdad que sí. Lo hemos pasado muy bien aquí con todos los partidos. Lo cierto,、eh, Samuel, es que era、sí. un reto y, y creo que lo hemos solventado de, de forma magistral. No quiero ponerme muchas banderas, <risa> pero es verdad, es, hemos hecho un trabajo bastante duro, hemos estado aquí. Eh, además de s d e las 5 de la tarde. Tengo sí, que eh, decir, eh, tengo eh, decir que yo no、sí. he venido al 100% porque pff, tengo una migraña de miedo y eso es por el tiempo.、Eh, lo que padecemos de migraña, cuando toca un día así chungo. Sí,、eh, mira, el, el técnico también lo está diciendo. Tengo, una, también, madre, sí, tengo fíjate, una madre con migraña y sé lo fíjate, que se sufre. Fíjate, sí, sí, pues. f í j e yo no he venido al 100%,、ella. pero aún así、eh, me habéis ayudado en, en bastantes fases del programa. Me he sentido muy a gusto con vosotros. Quiero dar las gracias a, a todos por haber estado aquí, a todos los oyentes, que sin, él, que sin ellos y sus tweets no hubiéramos sido tampoco nada. Gracias a todos vosotros, sin vosotros tampoco seríamos lo que somos. Somos、eh, un programa de soñadores, de, de comunicadores. Y me voy a despedir uno a uno, de, primero de Mario Moreno. Mario Moreno, muchas gracias, animador. Uy, sí, sí, hombre, muchas gracias a, a todos vosotros que también habéis hecho posible todo esto. Y también muchas gracias a la Facultad de Biblioteconomía y Documentación que nos han facilitado también sí, esta tarea. A Onda Campus. A o n d u Campus.、Ah, <ríe> y a Segurata、sí, que nos ha soportado. Por cierto, quería dar las gracias a una compañía por ahí. Nos han traído unas pizzas muy buenas. Buenísimas. Gracias. Gracias a esa compañía de p i z z a s Y muchas,、eh, nada, muy bien, estoy muy contento de, del resultado y espero que se vuelva a realizar, yo al menos lo deseo. Bueno, Lázaro Caldera,、eh, muchas gracias también.、Eh, que has, tú también has tenido una, una buena labor porque has estado viendo el Twitter ahí también, aparte de, de haber estado participando en la ronda como todos. Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un placer estar aquí clavado desde las 5 de la tarde. Yo que soy una persona de siesta, a lo mejor me h b i e r a venido con un poco de cabreo, pero no. La verdad es que lo he pasado muy bien. Tengo que darle las gracias a mi amigo Pedro Almendro porque él ha sido el que m e h a t r a í d o la información y estaba ahí a primera hora con el ordenador patati patata y yo estaba un poco perdido. Y le tengo que dar las gracias porque se l a ha currado.、Eh, daros las gracias a vosotros por haberme brindado esta oportunidad de salir en directo en la radio, de retransmitir partidos, algo que desde pequeño siempre yo creo que hemos soñado todos,、uh -huh. los que tenemos esto como una vocación. Y bueno, nada, espero que se repita, tener la oportunidad de volver a compartir otra tarde con vosotros. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por. Haberme tenido una hora del Twenty al Twitter, Twenty Twitter, Twitter Twenty, así, y la verdad es que es un placer.、Pues、Muchísimas gracias. Gracias, Lázaro, también gracias, y muy especiales a Pedro Almendro, porque os voy a, os voy a decir por qué, p o r aquí donde lo veis, Pedro es el que se le ocurrió la idea. Del carrusel. ¿no? Bueno, surgió en una tarde. De... Bueno, fuiste t ú u r que abriste la veda. Sí,、uh -huh. sí, bueno. Eh, víme, eh, además, escuchando el tiempo de juego de los compañeros de la COPE, se me ocurrió. Y bueno, entre todos hemos conseguido que saliera. Y, y yo quería agradecer sobre todo a, a vosotros, los, los que sois del, del fuera de juego puro, de, desde, no sé, yo por lo menos lo escuché desde, que, desde primero que entré en la facultad. Y nada, muchas gracias por. Por dejarme participar y por aportar lo que puedo. Y, y no sé, creo que ha salido bastante bien. Hemos tenido alguna lagunilla que otra. Córdoba, que se pasó por Sevilla. Y alguna、ah, otra cosilla en i n t e r n o pasa nada. Esto s así, son cosas del directo y son cosas de que todavía estamos aprendiendo.、Totalmente、Además,、no. a Pedro también, muy buena labor porque ha estado ahí mirando todas las ligas internacionales, todo se ha empapado de información. Tiene el portátil ahí lleno de ventanas, ¿sí? ventanas. está cesando. Está cesando el pobre proceso de esa portada. De las i e la n fuego, sabes s bien cómo Pero, yo sale, con a d e un poquito de humo ahí,、eh. Sí, n <risa> Nada, solo eso. Agradeceros al equipo de, de Fuera de Juego de siempre el haberme incorporado tanto a. Semanal como, como al diario, y, y nada, espero que les haya gustado a todos los oyentes que lo hayan podido oír. Y, y nos vemos en la próxima. Bueno, recuerdo que también han participado Luis Marollano, Carlos Gata. José Emiliano Barrena, narrando esos partidos que lo han hecho muy bien, s t u p e n d a m e n t e Me ha encantado、sí. cómo lo han hecho, sobre todo porque、eh, han estado. Ha sido partido los tres muy emocionantes y lo han hecho、sí. de maravilla. Se lo han contado. Quien diga que no, es que no sabe de fútbol, no sabe ni cómo es la radio, porque lo han hecho fenomenal. Gracias también a Jaime Fuentes, el técnico que ha estado también aguantando Mecha desde aquí, desde, desde antes incluso, que es de, lo, de los que ha llegado antes. Muchas gracias, además, que es una máquina también ahí con los botones. Una cosa que muchos no sabemos, pero que sabemos que es una labor todavía mucho más complicada. ¿no? Sí, además es,、eh, es la base de, de, de todo, porque. Permite que la música siga sonando como ahora sigue sonando y que si alguno nos quedamos、eh, en blanco le da un poquito a la música y ya está, y no pasa nada. Bueno, pues yo también, yo también me quiero despedir de vosotros, gracias porque me sentí muy a gusto. Yo no sería nada sin si un gran equipo alrededor. Soy un humilde presentador, Podría, puede presentar esto cualquiera, yo creo que cualquiera de vosotros lo presentaría. Yo lo he hecho lo mejor que he podido, también he tenido mis fallos, tengo mis errores, pero bueno,、eh, me lo he pasado muy bien, que es lo importante. Me gusta、sí. hacer radio y me gusta estar aquí con. Estos grandes compañeros, estos grandes comunicadores. Aquí hay futuro, señores, s y como digo, pueden seguirnos en Twitter, pueden seguirnos en arroba, Fuera de Juego, baja, barra bajo Onda Campus, en Twenty, también nos pueden buscar en Fuera de Juego y en el Facebook. Estamos en todas las redes sociales, tenemos correo, tenemos de todo.、Eh, volvemos el lunes a las doce y media, la, la radio no para. El lunes volvemos a las doce y media con el programa. Fuera de juego semanal que lo dirigimos mi compañero José m i l i a n o Barrena y yo, pero también estarán Mario Moreno, Manuel Amador, Carlos Gata, Alejandro Calero.、Eh, luego, claro, espera, que lo espera, Pedro, que luego a las 3 de la tarde llega el fuera de juego diario, desde Onda Campus, e s e el 97.0 de FM. Ahora sí, con Barrena, que lo dirigirá lunes, los lunes y los martes, lo dirige José León Barrena. También estará Pedro Almendo, que está con él. También está Carlos Gata, María Moreno, también en la parte de baloncesto. Lázaro Caldera también, en fin. Y el jueves y viernes lo dirige mi compañero Alejandro Calero, conmigo y con José Luis Moreno. Uy, José Luis Mori. José Luis Mori. Sí,、no. Ya lo he liado, ¿ves? Es que sí, José,、sí. José, José Luis Mirón. Lo mejor, y lo mejor <risa> es cuando viene con Rockefeller. O sea, no lo perdáis. Es, es increíble el programa. Y、José、Monchito, Monchito, Monchito ya es un clásico. Vale, Treble. pues. Treble. Y, y recordamos, también estará la técnica Jaime Fuente. Bueno,、eh, el lunes 28 tampoco se pierdan fuera de juego. Yo estoy dando ya aquí toda la cartelera. El lunes 28 vamos a tener. A dos comunicadores que seguramente aprenderemos mucho. vamos a tener, Tenemos r t e e n preparada entrevista con Paco González. Uf. ¿Sabéis uff, quién es, no?、Si、no, no me suena, no suena a Paco González,、eh, os, os <risas> invito a todos los oyentes que escuchéis esa entrevista, que va a ser muy interesante. Y nada más, nos dejo que ya soy muy pesado. Desde las cinco y media aquí hablando, nos despedimos desde aquí, señores. Sigan escuchando la radio, sigan en las ondas. say, I'm like a hunk of clay. I'm just like potty.